Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. que comienza La Rosa de los Vientos en Onda Cero? Ahora mismo estamos hasta las 4 de la madrugada, muchas horas, muchos temas, muchas voces y muchos invitados. Y 26.000 personas que han fallecido ya, casi 300.000 en todo el mundo por coronavirus. La cifra es terrible, la peor que jamás hayamos visto. Tenemos que acordarnos de todos ellos, de esos 26.000, cada uno tiene su nombre, su apellido, sus padres, sus hijos, sus hermanos, su familia, sus amigos, a todos habrá mucha gente que ya les eche de menos y todos se merecen un homenaje. Recibió un mensaje el otro día. El mensaje era del nieto de uno de ellos. Ya echaba mucho de menos a su abuelo. Quien se marchó también merece unos minutos. Merece nuestros recuerdos. Se llamaba Augusto Soriano y su nieto quiere darle las gracias y quiere que todos escuchéis esto. Una luz se apaga y lloran cuatro personas. Un alma se marcha y su gente la añora. Todas quisimos despedirnos Cuando llegó la hora Pero no todos pudimos Y por ello hablo ahora Y que sepa que aquí todo el mundo te echa de menos que sepa que saben que allá en el cielo que sepa que algún día volveremos a vernos ya solo habrá alegría ya no habrá sufrimiento que que y todo... dice y le dice su nieto muchas gracias por todo lo que me has enseñado y por todo lo que has hecho por mí Porque gracias a ti estoy donde estoy y soy quien soy. Eres una de las personas más maravillosas, humildes y bondadosas que jamás he conocido. Siempre estabas ahí para cualquier cosa y fuera la hora que fuera, no solamente eras mi abuelo, es que eras mi mejor amigo. Ocho barco marchan para Tenemos que emplear el resto de nuestras vidas en oír las muchas historias eh, que tienen para nosotros eh, las eh, personas que se han ido. Me hubiera gustado que alguien dijera y que alguien escribiera como lo que hemos eh, oído, lo que hemos oído. No me hace falta conocerlo. Desde ahora las personas eh, tenemos que estar unidas eh, por sentimientos. Ser padre debe ser algo maravilloso, pero ser abuelo es como ser padre dos veces. Esto es eh, para gusto y para todos los que se han marchado en estas semanas que jamás vamos a olvidar. Son las peores eh, de nuestra vida, pero... Estamos en un mundo que hemos compartido con todos... Ellos que todos siempre te recordaremos, que aquí nadie te olvida y que todos te queremos. Puedes estar tranquilo, puedes pasar el tiempo que a toda tu familia, aquí la cuidaremos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Todo preparado en la rosa de los vientos esta noche, mi jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola. En continuación, Javier Sevillano, en redacción y producción. En unos instantes estamos con uno de nuestros intelectuales y escritores más conocidos, es... El Santiago Posteguillo, que estará con nosotros en su último libro, apareció justo antes de que se complicara el mundo en el que estamos. Pero eso no implica que no haya sido uno de los autores, Santiago, más leídos. También os vamos a hablar esta noche, de Mercenarios, de los trabajos que han hecho y de las chapuzas entre ellas algún golpe de estado hay unas cuantas chapuzas especialmente golpes de estado como decimos pero muchas otras las comentaremos con Fernando Rueda en materia reservada y vamos a conocer algo más sobre los casos de niños niños con poderes niños dotados de un poder extraño Será, como en Luca Royal, será en el Círculo Secreto. Y vamos a estar con uno de los grandes investigadores de nuestro país, con una persona que lleva toda la vida. Recopilando testimonios relacionados con el mundo del misterio Con José Luis Armira Además vamos a estar en la cara B Con una persona que conoce mucho, mucho Sobre el tema de la envidia Es un tema muy español Pero es un tema sobre el que vamos a hablar Esta noche decía una frase Que si los envidiosos pudieran volar Nublarían el sol Y vamos a tener Eureka Desmintiendo algunos eh, mitos Hablamos eh, de la luna y señales Del fin del mundo Con Javier Sevillano y Callejón que Hablamos eh, con José Manuel Esquivano De profesores y alumnos ¿Alguien se acuerda de la película El club de los poetas muertos? Pues hablamos de esa y de otras eh, películas Y vamos a tener esta noche también Mundo bizarro Nos vamos a conocer un lugar, una isla en la que se encuentra una comunidad de brujos. Insistimos todo eso hasta las 4 de la madrugada hoy en La Vientos. Osvientos, ¿eh? que comenzamos. ¿Cómo lo hemos hecho? Una y ocho minutos. ...recordando algunas cosas con nuestro sumario... ...y por supuesto con las primeras pistas... ...para conocer a nuestro personaje oculto de esta noche. Pistas que nos ofrece, que nos cuenta Silvia Casasola. Pues buenas noches, nada, que, que estamos ardiendo en deseos... ...de entrar en la fase 1, pero que la fase 1 que no llega... Que, ...que no somos todos los responsables que deberíamos... ...pero bueno, yo creo que con un poquito de paciencia... Con un poquito de paciencia todo llegará. Cuando siento miedo del silencio. Y que no hay que tener miedo, hay que hacer las cosas bien. Bueno, y vamos a ir con las pistas porque tenemos un montón de temas para comentar esta noche. Hoy va de grupos británicos, además que son muy famosos en la historia de la música. Y ahora veréis quiénes son. La primera pista que os doy para adivinar. ¿Qué grupo es el que se esconde esta noche? ¿De cuál de ellos estamos hablando? Si los componentes del grupo se conocieron siendo unos adolescentes y su música tenía múltiples influencias, las opciones que os damos son Queen, Beatles y Rolling Stone. Repito, Queen, Beatles y Rolling Stone. Tenéis que optar por uno de ellos y escribir en el correo en rosa.vientos.es o con Almohadía Rosa Vientos en Twitter. Y entre todos, todos, todos, todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá pues eso, la suerte de recibir un detalle del programa. Así que mucho ánimo y a participar durante toda la noche. Buenas noches, que comienza ya mismo, la una y diez minutos. Toda magia. La rosa de los vientos, con Bruno Cardeñosa. Santiago Posteguillo es uno de los escritores más importantes de nuestro país, en sus libros nos invita a un viaje en el tiempo el destino es la época del imperio romano Santiago, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Buenas noches. Estamos ya al final de este confinamiento, ¿cómo lo has llevado? Bueno, eh, pues de una forma compleja, porque uno podría pensar que un escritor llevaría esto muy bien, porque nosotros de natural, los escritores, nos confinamos para escribir, pero es más difícil concentrarte eh, para escribir cuando... Eh, en el entorno nuestro la gente no está bien porque o bien pueden estar enfermos o tener familiares enfermos o bien pueden estar muy preocupados por una situación económica muy complicada, ¿no? Entonces, como los escritores somos seres empáticos, la, uh, la escritora Merino, que ganó el premio Nadal hace poquito, ¿no? decía que somos seres porosos nos llega ese, ese sufrimiento. Entonces nos cuesta más abstraernos para escribir. Pero aún así he estado escribiendo dos cosas diferentes porque me gusta crear estos, estos mundos literarios que creo que ayudan a mucha gente a entretenerse y El último libro que has publicado, y Julia Reto a los Dioses, y se publicó muy poquito antes de que pasara esto que ha pasado. Eh, el libro ahí está y te has convertido en uno de los escritores más importantes de esta época, pero eh, lo que se ha leído no es en papel, es en digital, ¿no? Ha cambiado un poquito el mundo. Bueno, se ha leído en digital, pero también se lee mucho en papel porque funciona la venta en línea, De, ...de formato no solo digital... ...sino también eh, en papel... ...y si me permites, en audiolibro... Sí, también, también. Es, es un formato que... ...que está funcionando muy bien... ...entonces eh, en cualquiera de esos tres formatos... ...sí que es verdad que... ...Julia retó a los Dioses... Eh, ...está funcionando está funcionando muy bien... ...le está interesando a la gente... ...y, y bueno pues... Eh, ...ojalá Julia y su historia... ...contribuya a que mucha gente... ...aprenda historia se eh, zambulla en el pasado, viaje en el tiempo y, y pueda relajarse y, y disfrutar un, uno, unas horas en, en mitad de una situación que tenemos que es muy compleja. Este libro, y Julia reto a los dioses, una de las cosas eh, que plantea es una lucha contra un virus eh, que afecta a los soldados, eh, que afecta, estamos hablando de la época de Roma, pero aparecen esos virus también. Sí, porque eh, lo que los romanos denominaban peste en eh, la época antonina, la época pues, del emperador Antonino, Marco Aurelio, Severo, Caracala, etcétera eran eh, realmente, porque el médico imperial galeno describe los síntomas de forma muy muy detallada y muy específica, sabemos que eran br eh, brotes muy agresivos del virus de la viruela, el virus que más gente... Ha matado a lo largo de la historia un virus que cuya letal, letalidad era brutal podía llevarse a un millón de personas de una población imperial de sesenta o setenta millones o sea imagínate de lo que de lo que estamos hablando no sin que le quite yo importancia ni mucho menos a, a, a las cifras ni al, ni, a, ni a las penas ¿no? que pueden que podemos estar pasando hoy día, pero es para que la gente tenga una, un referente. no Imagínate morir un millón de personas de sesenta y cinco. Ese es el virus de la viruela. Y si sí, el médico galeno eh, había, se había enfrentado contra este virus en la época de Marco Aurelio, eh, todos recuerdan mucho la película Gladiator al principio, eso se lo inventa Hollywood. Eh, cómodo cómodo no mata a Marco Aurelio ¿no? Eh, no estoy haciendo un spoiler porque esto aparece en los cinco primeros minutos de la película cómodo hizo muchas cosas medio mundo con lo cual no eso, importa eh no creo no entonces, cómodo hizo muchas cosas malvadas y perversas pero no mató a su padre ¿no? eh, entonces la escena de Joaquín Phoenix estragulando a Richard Harris se la han inventado los americanos <risa> sí. eh, porque Marco Aurelio murió de, de esta peste es decir murió del virus de la viruela Eh, eso lo, lo, lo verá el médico Galeno entonces Galeno aprende que lo más importante cuando brota un virus tan agresivo de este tipo y tan contagioso es separar rápidamente a los infectados de los no infectados y por supuesto tratarlos tratar a los infectados pero tratarlos con personas que no tuvieran trato luego con, con gente no infectada y luego está la inteligencia de un emperador severo y de una emperatriz Julia de rápidamente también hacer caso a la autoridad sanitaria. Esa conjunción de inteligencia sanitaria y de inteligencia política es la que consigue que ese brote tan brutal de la viruela en el sur de Egipto no se propague por todo el imperio y lo contengan ahí. no Y bueno, sin duda alguna, ahí hay lecciones para, para considerar. Y hay que también recordar a los oyentes que cuando muchas veces se les oyen mencionar los médicos, los galenos, que realmente viene de ahí, ¿no? Que se les denomina sí, ese, los médicos galenos por claro, por él. Hay dos, hay dos grandes médicos en el mundo antiguo, Hipócrates y galeno. Hipócrates griego... De ahí viene el juramento hipocrático, ¿no? Ese compromiso de, del médico, ¿no? Como nuestros sanitarios han exhibido y han mostrado hoy día, ¿no? De defender, ¿no? La salud de las personas por encima de todo. Pero luego está Galeno, Galeno es un médico que destaca como el médico de los, del Colegio de Gladiadores de Pérgamo, en Asia, y lo que consigue es el mayor índice De, de, de, ...de personas recuperadas pese a tener heridas... ...y una de las cosas de las que se da cuenta Galeno... ...y por eso es tan importante... ...es que si te lavas las manos... Y en, general esa, ...y en general tienes higiene... ...las heridas no se infectan... ...hoy estamos todo el rato oyendo, ¿verdad?... ...que nos hemos de lavar las manos con frecuencia... ...bueno, pues Galeno es el que se dio cuenta... Tan importante es que, evidentemente, al final, su nombre ha quedado como sinónimo de médico, ¿no? Y decir que este es un galeno quiere decir que este es un médico. Y en ese libro nos enteramos eh, también, eh, efectivamente, del origen de eso, de lavarse, porque él decía galeno... Eh... Digamos que dio a conocer el hecho de que la barra heridas se cura las infecciones. Es que es tan básico como eso, pero tardó mucho tiempo en que se popularizara. En cierto modo, no hemos inventado nada. Eh, ya estaba todo en el mundo romano o muchas eh, cosas. Eh, se pueden cambiar eh, los eh, tratamientos, los fármacos, pero los hechos son parecidos, ¿no? Sí, porque, mira, aunque evolucionamos tecnológicamente, no y ahora, por ejemplo, yo puedo estar no confinado en mi casa y estamos hablando por un teléfono móvil y emitiendo no por una radio, eh, pero, eh, mira, tú y yo eh, tenemos relaciones personales, interpersonales, amamos o detestamos a gente, somos leales, o yo no digo tú, ¿eh? pero puede que eh, seamos desleales, ¿no? De las mismas formas, ahora, que hace 1800 años. Esos son los que se llaman universales de sentimiento. Eso quiere decir que esas sensaciones y esos sentimientos estaban presentes igual hace 1800 años. Y eso es lo que permite, cuando lo cuentas y lo narras, que lectores de hoy día del siglo XXI conecten y enganchen rápidamente con personajes del siglo II, del siglo III, porque esos sentimientos... Son los mismos. La naturaleza humana no ha cambiado. Eso nos une a esos personajes. Galeino es una de las figuras importantes en esa novela, pero la importante, la más importante es una mujer, una mujer poderosa, una mujer enérgica, una mujer llamada Julia. Sí, sí. Y Julia retó a los dioses es la novela en la que encontramos a una gran emperatriz en el centro del poder de Roma. Y lo que va a explicar la novela es cómo esa emperatriz que ha instaurado una, una dinastía imperial, eh, se ve abocada a tener que encarar o, a, o enfrentarse a conflictos brutales, traiciones dentro de la corte imperial, eh, enfermedades como la que hemos contado, enfermedades en el seno de la familia imperial. Tampoco hago un spoiler porque en las tres primeras páginas el médico galeno le diagnostica a la emperatriz Julia un carquinos. Es decir, le dice, tienes un bulto en el seno que se esparce como las patas de un cangrejo. Por eso lo llamamos carquinos en griego y los romanos, en latín, lo llaman cáncer. Entonces, tiene que enfrentarse contra eso también y contra, en lo peor de todo, la, divis la división dentro de la familia. De hecho, la novela Y Julia retó a los dioses tiene el subtítulo Cuando el enemigo es tu hijo existe la victoria y Julia pensaba que incluso ahí existía la victoria». Sí, porque ellos en principio eh, se las prometían muy felices, ¿no? Como tú dices, eh, Severo, su marido, consigue para el imperio, pues, eh, con las conquistas, más territorios, eh, mucha importancia, y tiene dos varones, que en esa época tener dos Bien. herederos pues era lo mejor, ¿no? Porque con las guerras, los enfrentamientos, pues, eh, muchas veces, o incluso por las enfermedades, podía fallecer uno y, y tenía el otro en sustitución. Pero he de aquí que llega un momento que independientemente de luego las intrigas que hay y, y de las ambiciones de otras personas que no son los herederos, pero hay un llega un momento que hay un choque entre los hijos y, y ella está ahí en medio, y, y bueno, la verdad es que tiene que decantarse por, por uno de ellos y tiene un carácter bastante odioso su hijo mayor. Sí, es, es todo. Eh, a, a Julia le pasa lo peor que le puede ocurrir a una madre, y es ver que dos de sus hijos se enfrentan, pero a muerte, ¿no? Es una es una, un enfrentamiento que se va fraguando en la novela, lo vamos viendo progresivamente. Ya asomaba en la primera novela sobre Julia, en Yo Julia, donde vemos que hay una cierta competitividad infantil entre entre Caracalla y, y Guetta, su hermano. Pero bueno, llega en mi Julia, reto a los dioses, esto llega a unos extremos brutales. Hay una gran carrera de cuadrigas donde los dos Césares, los dos herederos al trono imperial, tanto Caracalla como Guetta, corren en esa carrera compitiendo mortalmente por conseguir la victoria. Y pese a todo lo dura y brutal que pueda resultar esa carrera de cuadrigas, eh, eso solamente es la antesala a los grandes enfrentamientos personales que van a tener. Y como muy bien decías, de, de mil formas diferentes, la emperatriz Julia, la madre de ambos, intenta interceder una y otra vez para evitar el enfrentamiento interno. Porque mira, eh, si hay un enfrentamiento interno en una familia, digamos, normal, eh, pues es un problema de la familia. Pero cuando el problema o el enfrentamiento interno es en la familia que gobierna el mundo, eh, no solo es un problema de la familia, es un problema de todo el imperio romano, ¿no? Y ahí Julia, en fin, yo creo que se ganó eh, con creces, títulos y reconocimientos como le como le dio el, el senado romano, que la, la denominó nada más y nada menos que no solo madre de los ejércitos, madre de la patria, madre de los césares y madre de los emperadores, sino que la, de, la denominó madre de la patria. En esa época, además, era un poquito el emperador y la gente que mandaba sobre un imperio muy grande. Eh, ocupaba todo lo que era Europa e incluso un poquito más. Pero era muy aristocrático, muy familiar. Eh, inventaron la democracia o tuvieron la democracia, pero en el fondo eran dinastías eh, lo que existía entonces. Bueno, vamos a ver. Eh, la democracia, conceptualmente, vendría de la antigua Grecia. Sí, exacto. exacto. Eh, se desarrolla luego, ¿verdad?, en la República Romana, Y a medida que, que la civilización romana avanza, a, a partir de Julio César y por supuesto de Augusto se establece un, un régimen imperial que durante todavía 100, 150 años hay una cierta interacción entre el, el mando del emperador, el mando único del emperador y un senado que puede tener más o menos atribuciones en función del emperador que estuviera ¿no? y su capacidad de negociación. Un trajano, por ejemplo, era un emperador que negociaba mucho con, con y que pactaba mucho con el Senado. ¿no? Eh, pero, por supuesto, tuvimos emperadores como Calígula o Nerón eh, o Domiciano que, que eran realmente déspotas. ¿no? Cuando llegamos a la dinastía severa, lo que está ocurriendo es que el poder se ha desplazado en el Imperio Romano a, al sector militar y realmente los emperadores Eh, ...y esto es algo de lo que se da cuenta Severo... Eh, ...los impone la fuerza de las armas, ¿no? Entonces, a la, en el momento en que estamos ya con la emperatriz Julia... ...realmente, la esposa de Severo... ...lo que tenemos es, sin ser denominado aún así... ...es de facto una dictadura militar... ...lo importante para mantenerse en el poder... ...es controlar a las legiones... ...si tú tienes, Roma tiene treinta a treinta y tres legiones... ...dependiendo del momento es eh, El que controle o tenga la lealtad de más legiones eh, es el que realmente puede tener el, el poder y el control de Roma. Y el problema de Atriba exactamente cuando alguien te traiciona no y a la vez tiene ese poder de las legiones y tú piensas que es leal, que antes estabas hablando tú de la de uh -huh. lealtad y la deslealtad, cuando te, lo, te están metiendo la puñalada por detrás sin saberlo, ahí es cuando está temblando el imperio. Ciertamente, ahí hay momentos en la novela, en Julia retó a los dioses, donde Julia, que es una, fue una persona realmente astuta, eh, muy sensible, muy capaz de percibir todo lo que estaba ocurriendo en su entorno, se va a dar cuenta de que hay traidores en el entorno o alrededor de su esposo que realmente le están haciendo la cama, como vulgarmente diríamos, que, que realmente lo que están preparando es un golpe de estado, y su esposo no lo ve su esposo no lo ve, y ella sí. Y, y claro, tiene que recurrir a, a todo tipo de, de, de argucias para intentar o bien hacer ver a su esposo lo que está ocurriendo, o bien, eh, si su esposo no lo ve, a tomar ella una serie de decisiones muy complicadas dentro de la corte imperial para deshacerse de los traidores. Y esa es una parte muy muy intensa y, y muy muy de suspense de la novela, ¿no? porque en la novela llega a tener un momento de novela negra, porque hay asesinatos dentro de la corte imperial eh, donde la emperatriz no acepta las versiones oficiales, y volviendo a Galeno, de quien hablábamos al principio, nos lo va a utilizar como una especie de CSI ¿no? para, para que investigue eh, y haga autopsias para saber de qué mueren algunas personas que son amigos del emperador. Que no son no de nada, ¿Sí? No, no se ha inventado sí, nada, sí, sí, todo, sí. todo ha pasado sí, Desde <risa> luego que sí Oye, si tuvieras que buscar eh, un perfil actual Reconocido por todos Que sea como el de Julia ¿Existe en el mundo ahora alguien así? Yo diría que ahora mismo alguien así no existe eh, Pero quiero intentar animarme y pensar Que tenemos que tener algunas Julias pues agazapadas que espero que pronto pronto destaquen, ¿no? porque yo sí que pienso que si hubiéramos tenido un Galeno como director general de la Organización Mundial de la Salud y una Julia como presidenta de la, eh, de la ONU, por ejemplo, seguramente toda todo esto que nos ha estado pasando habría estado ge gestionado internacionalmente De forma más, más rápida y más eficaz, Esa es mi sensación, así que espero que haya Julias por ahí de destaquen Ella ganó un poquito a la gente o a los hechos a los que intentaban tumbar al imperio Romano. Ella logró mantener en pie algo tan grande que estaba amenazado en esa época. Sí, de hecho, ahí hay un gran debate histórico sobre si la dinastía severa, o sea la dinastía de Julia es el principio del fin de Roma o el último momento de gran esplendor, ¿no? El gran historiador eh, británico Gibbon, en su, eh, en su volumen muy conocido, ¿no?, de eh, la caída, el declive y la caída del Imperio Romano, eh, considera que la dinastía severa es el principio del fin. Hay otros eh, historiadores con los que yo coincido, en que pensamos que realmente, que realmente lo que tenemos con la dinastía severa que instaurada por Julia, que dura unos 40 años, es el último momento de sosiego en el imperio romano, porque eh, si bien es cierto que dentro de la familia imperial, dentro de la familia de Julia, hay unas tensiones dramáticas, eh, son tensiones intrafamiliares, eh, porque hay 40 años que ofrece esta dinastía de estabilidad, ...en el Imperio Romano, con las fronteras bien aseguradas... no ...incluso, como decíais, ampliando los, los territorios que controlaba el Imperio Romano... ...y eso permite paz, seguridad, eh, comercio y economía potente... Eh, ...funcionando en todo el Imperio Romano. Será cuando caiga la dinastía de Julia... ...donde el Imperio Romano entra en un periodo que se denomina históricamente... ...la anarquía militar, durante treinta casi cuarenta años... Los emperadores duran a veces meses, imagínate de lo que estamos hablando, las fronteras se deshacen, es un desastre total, ¿no? Y ahí es cuando eh, muchísimos ciudadanos romanos de todo el imperio eh, echarán de menos a esa dinastía, la dinastía de Julia, que entre otras cosas en el año 212 le dio la ciudadanía romana a todos los ciudadanos del imperio. Y hay un momento un poco inquietante ¿no? para, para la dinastía, sobre todo lo, los herederos de esa dinastía, que es cuando no se respeta a las vestales y entras en enfrentamiento directo con los dioses. Y ahí te puedes esperar ¿no? cualquier efecto secundario de maldición. Y ahí están con, con ese miedo de, de, de cómo va a transcurrir todo. Hay algunos emperadores, en efecto, que transgredieron una, una cuestión que en la religión romana era totalmente sagrada, y es que las Vestales son intocables. Las Vestales, seis vírgenes eh, que cuidan el fuego sagrado de Vesta, eh, no pueden tener contacto carnal con ningún ser humano, ni siquiera pueden tocarse entre ellas. Y vamos a ver que pues dentro de la dinastía de Julia alguien va a transgredir eso, ¿no? y eso va a generar un montón de conflictos, ¿no? Para contar todo esto, y también para darle a, a, a Julia Donna el final épico que su historia merecía, la novela, y Julia retó a los dioses, abre con los dioses y cierra con los dioses. Es, de, es decir, hago una mezcla de novela histórica y mitológica, donde los dioses aparecen también como personajes en la novela. Lo cual realmente es un guiño a Homero, donde en la Ilíada y la Odisea los dioses también aparecen como personajes en la novela. Esto me permite que cuando llegamos al final de la vida de Julia, no termine el relato, no termine la novela, sino que sigamos en el otro mundo, en el inframundo romano, en el Hades, en la Laguna Estigia y hasta en el Olimpo. Y así poder dotar a la historia de Julia ese final épico que su vida merecía, porque la gran victoria de Julia es postmortem, Conseguir que pese a morir ella, su dinastía siga en el poder. ¿Por qué siempre eh, algunos personajes que tienen un poder tremendo, que, que además es que lo pueden conseguir eh, todo, tienen esa fijación de estar violando, de ser eh, violentos y de, de ultrajar a las mujeres? Bueno, esto abre todo un tema muy interesante que va sobre cómo las mujeres son las primeras que siempre sufren la violencia en cualquier lucha por el poder. Eh, la mujer eh, ha sido utilizada en la guerra, en la opresión, en la dictadura, eh, para eh, infringir o generar miedo eh, en las mujeres y en todos aquellos hombres que estuvieran relacionados con ellas, ¿no? Eh, Lo cual es una injusticia inmensa que yo intento también explicar en la novela, porque en la novela hay momentos de, de gran violencia hacia las mujeres que no he querido cortar, sino que he querido mostrar tal cual eran. ¿no? La verdad es que en general la mujer ha sido muy maltratada en la historia y muy y muy maltratada en el relato histórico. Y me parece de justicia que en un siglo XXI, donde luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres... Eh, recuperemos a personajes femeninos que han sido muy relevantes que han incidido en la historia y que sin embargo su relato su vida estaba muy silenciada y por eso yo creo que novelas como Injubia, retó a los Dioses convienen para recuperar y, y para construir igualdad no solo en el presente y hacia el pasado entre hombres y mujeres eh, no solo en el presente y hacia el futuro entre hombres y mujeres ¿no? sino también recuperando estos personajes femeninos tan importantes del pasado En una entrevista muy reciente que tú hablabas sobre el libro, el libro que acabas de publicar en esta época, además en esta época de confinamiento, tú que eres un gran experto en el mundo de la literatura, que tienes tantos autores en de cabecera, decías y recomendabas a la gente que leyeran en esta época, había que leer mucho a Orwell. Es necesario, ¿no? Vamos a ver, eh, vamos a explicar esto bien. Y yo entiendo que estamos en mitad de una alerta sanitaria y que, como decía Mafalda, escrita por Quino, lo urgente muchas veces no deja tiempo para lo importante. Y sin duda alguna lo urgente hoy día es eh, atender eh, la cuestión sanitaria para proteger sobre todo a las personas que más pueden verse afectadas por el virus, no nuestras eh, personas mayores. Pero, pero eh, es importante encontrar un equilibrio entre los distintos vértices de lo que supone ser un ser humano un ser humano necesita salud es evidente la salud a su vez tiene dos vertientes salud física y salud mental además eh, hay que encontrar un equilibrio eh, con la libertad porque ha habido generaciones enteras que han dado la vida por luchar por la libertad y además hay que considerar el vértice de la economía porque la salud necesita un dinero para ser pagada, quiero decir nuestros hospitales, nuestros eh, sanitarios, eh, evidentemente pues han de cobrar unos sueldos más que merecidos, inmensamente merecidos. Yo me pregunto, yo me pregunto si, si alguna vez haremos un ERTE de políticos, lo, lo digo porque se hace ERTE en todas las categorías, pero no se hace ERTE de políticos. Me parecería bastante interesante, por ejemplo, que los políticos, los 350 parlamentarios que toman estas decisiones sobre nosotros mismos, eh, que no cobraran sueldo mientras hubiera estado de alarma. Más que nada porque percibieran lo que le está pasando a mucha gente en España. Si aún así consideran que esta es la única solución, pues sería una, una decisión tomada sobre una afirmación Eh, ...entendiendo lo que está pasando mucha gente... ...pero yo tengo mucho la sensación... ...de que nuestros políticos viven desde hace mucho tiempo... ...los 350... ...observe que no dejo ninguno fuera... ¿eh? ...en una burbuja... ...donde eh, se les impide la empatía con la gente... ...insisto, hay una urgencia... ...es indudable que hay que atenderla... ...pero hay que buscar un equilibrio... Eh, ...muy difícil, ¿eh? Yo entiendo que es una decisión muy compleja y debe de ser muy muy muy complejo encontrar ese ese punto de equilibrio entre libertad, salud mental, salud física y economía, pero todo eso es necesario. No se trata de enfrentar una cosa con la otra, lo necesitamos todos. Y además, necesitamos ser seres sociales, por supuesto. Podemos asumir tener un distanciamiento social un, durante un periodo de tiempo, pero recuerden que hasta hace muy poco ser a social era un gran insulto. Sí, sí. Decir y ahora a la gente que mantenga, la casa, Claro, y ahora bueno. se promociona la distancia social, mm. lo cual es ir con la, contra la naturaleza humana, sí, lo cual no quiere decir que no se tenga que hacer puntualmente durante un tiempo. Y también es es indignante que haya gente que no entienda estas cosas y que hay que ser muy prudentes, etcétera, etcétera. Intento que se que se me entienda bien. Sí. En todo este contexto, autores como Orwell Eh, nos hablan, de, en 1984, su novela de la neolengua o nueva lengua. Entonces, claro, cuando a mí me hablan los políticos de este lado del Atlántico y del otro lado del Atlántico, que hacen lo mismo, de la nueva normalidad, a mí se me revuelven un poco las entrañas y me da miedo que esa, su, esa terminología lo que oculte es, Eh, un intento por hurtarnos libertades uh -huh. que tanto nos han costado ganar. Porque yo recuerdo a todo el mundo que eh, las libertades cuestan mucho de ganar, pero se pueden perder en 48 horas. Y luego vuelve a costar mucho recuperarlas. Entonces, insisto, hay una urgencia sanitaria y no, no se me entienda que yo le quito relevancia a esto. Pero no puede ser que la solución habitual para cuando, cada vez que surja... Un, un proceso similar al que nos hemos encontrado, sea en un confinamiento, una pérdida de libertades y un parón de la economía que empobrezca a todos. Hemos de trabajar para tener sociedades con un músculo sanitario mucho más potente, mucho más poderoso, que nos permita afrontar situaciones de este tipo sin generar esos otros daños colaterales que a lo mejor ahora han sido absolutamente ineludibles pero me gustaría que nuestra clase política aprendiera para el, para, el, para el futuro futuro cercano y futuro a medio y largo plazo y me da miedo, me da miedo que no lo aprendan me da miedo que se queden con, que la gente se quede en casa que es lo fácil, mientras yo político sigo exactamente igual de bien que he estado siempre y eso a mí personalmente me incomoda Y lo digo con todo el respeto y observen que lo digo transversalmente con referencia a absolutamente todos los políticos de nuestro país. Sí, porque... La verdad es que cuando mencionabas a Orwell el libro, la, la novela, una de las cosas, y es que lo has mencionado, yo tenía aquí, aquí escrito, él habla de la neolengua, eh, sí. yo cuando he visto... Eh, Toda la maraña absolutamente eh, tremenda de bulos eh, que han existido en estos días. He pensado mucho en la neolengua. Eh, la gente, eh, esos bulos han, servi han servido, en todas las cosas, para transmitir una realidad eh, que era falsa. Eh, que, que eso es la neolengua. Eh, transmitir una historia que no se ajusta a la realidad eh, de los hechos, sino a la realidad que se quiere imponer. A ver... Yo estoy convencido, eh, e insisto, que no le quito para nada importancia a la mmm, agresividad de la pandemia a la que nos enfrentamos. Y estoy convencido de que hay que ser eh, muy radical y que habrá que tomar unas medidas, sobre todo ahora que es, digamos, la primera vez que nos enfrentamos a un fenómeno de este tipo. ¿no? Eh, pero no quiero que esta primera vez suponga la que marque cómo siempre nos hemos de enfrentar contra esto, ¿no? Claro. Al contrario, eh, hemos de buscar eh, que las próximas veces eh, podamos enfrentarnos a, a pandemias similares sin tener que recortar libertades como se ha hecho ahora, ¿no? Y eso es donde yo creo que la política debería trabajar, ¿no? Y tengo ese esa inquietud de que la clase política quiera caer en la comodidad de ellos mantenerse igual de bien, pero que eh, a costa de no tener que eh, el político que trabajar mentalmente para establecer ¿no? las condiciones sanitarias potentes ¿no? para poder enfrentarnos a estos conflictos, pues simplemente pues, volver a repetir el modelo que hemos tenido, a lo mejor porque no había otra posibilidad que utilizar ahora. ¿no? Y yo contra eso, eh, la, la verdad es que me rebelo contra que a eso eso se convierta como costumbre, lo que nos está pasando ahora. Yo lo puedo a, a aceptar y entender eh, como algo sobrevenido, pero me niego a que la clase política quiera imponernos esto como costumbre. Yo sí. creo que eso es algo a lo que te, deberíamos como sociedad hacer una reflexión conjunta. Tener planes alternativos, que es lo que estás tú comentando, porque además ya nos han dicho que no va a ser ni la primera ni la última, sino claro. que este tipo de pandemias o similares patógenos pues pueden ir surgiendo y que tenemos que estar preparados para reaccionar y, y, y no quedarnos inmovilizados como estamos ahora. Esta pues sí. sería un poco la, la, la idea que yo creo que, que deberemos de, de reflexionar entre todos. ¿no? Y Julia de Todos los Dioses es eh, la novela sobre Julia, sobre la emperatriz eh, romana y Julia de Todos los Dioses eh, que se encuentra en el planeta de nuestro invitado Santiago pues, eh, y yo. Santiago, muchas gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias a todos vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Primera parada, tomamos aire. Estamos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Ventos. ...de una a las cuatro de la madrugada... El parte diario terrible... ...pero va mejorando poquito a poco... ...179 víctimas... ...como consecuencia del coronavirus... ...en las últimas 24 horas... ...179 víctimas... ...y 604 casos nuevos... Dos meses de lucha, dos meses de sufrimiento que han tenido y tiene unas consecuencias muy visibles, terribles, aún falta mucho. Pero el lunes en Media España, el 51% para ser más exacto, estará mejor, bastante mejor y en unos días vamos todos. En unos días, en una semana o en dos, estaremos todos en la fase 1. Y atención a los cálculos de los matemáticos, son los grandes olvidados, pero tenemos que tener muy en cuenta esos cálculos, Nos han comentado, esos cálculos y esas previsiones de los matemáticos se han cumplido de forma casi exacta hasta ahora. Y os comentamos que en este tramo de programa vamos a tener materia reservada. Hablamos de los mercenarios eh, que existen, son personajes eh, de película, de película mala, de final en malo, pero insistimos, existen. Y Círculo Secreto, hablamos eh, de niños con un sexto sentido. Y por supuesto en La Rosa de los Vientos, eh, nuevas eh, pistas, eh, más pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche. Todas las partidas Cuando duerma con la soledad Pistas, eh, que nos dicen Cuando, Que nos dicen que tenemos todas muchas ganas De darnos una vueltita por una terraza Sí. <ríe> permíteme la licencia pero es que es así pero así que, que damos la enhorabuena o sea, porque se lo han ganado vamos a escuchar esto ¿Eh? damos la enhorabuena a quien se lo ha ganado y que lo pueden hacer, ¿eh? como los primeros que fueron en las bueno, Islas Canarias todos, eh. ¿Eh? ¿Eh? que lo han ganado todos ya, pero claro. por circunstancias y claro. si los números, como tú dices, los sí, números pero... no nos están dando la oportunidad pero se han portado bien los de Canarias y claro, los claro todos, pues todos. eso se premia se premia a los que les ha salido bien y yo me alegro muchísimo así que pues nada a ver si dentro de una semana estamos todos contentos y, y felices bueno vamos con la segunda pista os recordamos que eh, tenemos en el concurso un grupo británico un grupo británico famoso por su música que sus miembros se conocieron siendo adolescentes ahora ya no lo son claro y su música tiene múltiples influencias y aquí va esta segunda pista. ¿De quién estamos hablando? Si varios de los principales componentes de este grupo vienen de familias de origen humilde, las opciones que os damos son Queen, Beatles y Rolling Stone. Tres grupos que no los conoce nadie. Queen, Beatles y Rolling Stone. Tenéis que optar por uno de ellos explicarnos si queréis por qué y ya sabéis que tenéis que escribir al correo a rosa.vientos arroba onda 0.es o en twitter almohadía rosa vientos decir quién puede ser y entre todos los que acertéis uno de vosotros pues recibirá un detalle de la rosa de los vientos así que venga a participar que queda mucha noche por delante cuando me amenace la locura Ya es 12 y 47 minutos y continuamos en la rosa de los vientos. Cuando el pase la factura o si vez la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Materia reservada 2.0 2.0, por supuesto, y como siempre con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas Bruno, hola, muy buenas Silvia. I ¿Qué mean, es eso de que no nos hemos ganado pasar de, de fase? Mi niño, que no te, eso, dejan, no te dejan salir de las cloacas. Eh, eso me parece eh, pésimo, lo hemos hecho todos. Lo que pasa es que ha habido, ha habido eh, en determinadas zonas eh, el virus ha estado más presente que que en otras, pero joder, de eso no tenemos culpa yeah. eh, ningunos, ¿no? Pero bueno, Fernando, eh, ¿qué le vamos a hacer? Es un y tiene todos. muchas eh, culpas de lo que ocurre en el mundo de las cosas malas, los mercenarios. Lo primero, ¿existen, no? Existir, existen, y además existen, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, eh, y porque ha habido muchos países... Eh, sobre todo las, los grandes, eh, las grandes potencias que utilizaban a los mercenarios para llevar a cabo las misiones que ellos. Fíjate, los mercenarios. Han hecho esos, esos países, ¿no? Y luego también, eh, porque resulta que eh, las grandes empresas o, o los intereses ocultos no pueden disponer de ejércitos eh, privados y entonces contratan mercenarios para llevar a cabo sus sucias maniobras para, para garantizarse determinadas cuotas de poder. Por lo tanto, los mercenarios son algo así como soldados eh, todopoderosos o quieren que sean muy poderosos, eh, con muchos contactos, pero que están al servicio del pagador, del mejor postor. Claro, claro. Eso es exactamente... Eh, lo que son, ¿no? es, es gente que eh, cobra un sueldo por llevar a cabo una, una misión. Desde hace, desde hace unos años, también es justo decirlo, eh, hay determinadas compañías de, de soldados privados, de mercenarios, que se rigen eh, por determinados comportamientos éticos, es decir, que no, no es todo. Pero hay una gran parte de, de ellos que eh, lo que hacen es, eh, bueno, pues sustituir a los militares, hacer misiones sucias, incluso ahora ya sabéis que, por ejemplo, Estados Unidos contrata mercenarios para hacer determinadas misiones que en época de guerra no quieren que realicen sus soldados, pero vamos, en general, y de lo que vamos a hablar hoy es de, básicamente, de, cuan, de empresas de mercenarios que son contratadas por gente para eh, cambiar el, el poder de un, de un país y, y del que ha sido normalmente, legítimamente elegido, para dárselo a, a, a otros que, que, que lo quieren tener, ¿no? Una de esas empresas, una de esas agencias se encontraba en Florida, mercenarios que fueron contratados, ¿por quién, Fernando? Bueno, bueno, esto es... También es, es verdad, digo, antes de nada, porque... Lo he hablado con vosotros, quiero decir que he escogido unas misiones que son bastante llamativas, porque yo creo que representan bastante eh, de lo que es, ¿no? Eh, estamos hablando de, de, de Venezuela, ¿no? En Florida había una agencia, hay, una agencia de seguridad que se llama Silvercorp, eh, que bueno a la que acudió eh, hace eh, el año pasado. Pues nada más y nada menos que eh, Juan Rendón, que es un asesor de, de Guaidó, y que eh, acudió ahí a, para decirles que quería contratarle. Quería contratarles dando un anticipo, como se hace en estos casos, de 50.000 dólares, una cantidad muy, muy, muy pequeña, teniendo en cuenta que el negocio que ofrecía esta compañía era de 213 millones de dólares. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de llevar a cabo un, un eh, golpe de Estado en, en Venezuela eh, que supusiera la eh, detención de Nicolás Maduro, su entrega a Estados Unidos y que permitiera la instalación de Juan Guaidó. Esto que estoy diciendo no es una eh, algo que yo me suponga o algo que yo imagine, sino que es algo que eh, publicó eh, hace dos días The Washington Post eh, que es eh, un documento ¿Y el total, repite el habla. total del importe que era el que quería 213 pagarles? 213 millones de dólares Y da solo 50.000 de anticipo Y da 50.000 de anticipo Lo que pasa es que luego eh, Si se hubieran dado eh, más eh, Claro te digo porque en estos casos, ¿sabéis qué pasa? Que hay muchas cosas que se suponen pero el problema es lo que está firmado. Y yo es lo que os digo es lo que está firmado. ¿Por qué? Y lo, lo digo por lo siguiente. Porque cuando eh, eh, se producen los acontecimientos hace exactamente seis días, en la madrugada pasada del domingo al lunes, se produce que eh, un número no determinado de mercenarios eh, llega desde Colombia eh, a, la, a las cercanías de, de Caracas, y ahí eh, son descubiertos yo creo que tanto las Fuerzas Armadas eh, venezolanas como la Policía Nacional habían recibido yo creo una información de que eso iba a ocurrir les estaban esperando y entonces los recibieron a tiros mataron a ocho mercenarios y mm, detuvieron entre 18 y 20 pero en estos momentos siguen buscando a mercenarios porque sospechan de que hay más que han podido entrar en el, en el país, ¿no? Dos de esos mercenarios eran estadounidenses y eran directamente de silvercorp ¿no? hay mm. y Luke uh, Denman, pero el resto era, como ocurre en estos casos, porque este es un caso que se repite en, en muchos, eran eh, venezolanos, anti-Maduro, mm, eh, uno de ellos había eh, eh, que ha sido asesinado, muerto, el capitán Robert Colina que había sido bueno jefe de seguridad de un exministro, y mmm, cuando y cuando los han interrogado han dicho exactamente que eh, los americanos, que el, su misión era tomar el control del aeropuerto, coger a, a Maduro, meterle en un avión, llevarla a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y no tenían ni ningún eh, contacto con eh, gente del ejército... Que, que fuera a, eh, se, a, se, a, a se supone a que, eh, que estos militares eran, eh, eh, perdón, eh, estos que os he dicho, que os he puesto el ejemplo el capitán Robert Colina, eran militares que se enfrentaron a Maduro y que están, digamos, de alguna forma en la oposición, que son anti, anti, anti Maduro, ¿no? Eh, ¿qué os, ¿Por qué os he dicho lo de los 50.000 dólares que figuran en el contrato y los 213 si se llevaba a cabo la misión, porque Juan Rendón, el asesor de Guaidó, ha eh, declarado, después de conocer el, ese, de que se filtrara ese documento, que mm, ellos solo pagaron 50.000, pero que en noviembre, eh, hace por lo tanto cuatro o cinco meses, cortaron la, la, la relación. Y entonces, saca la conclusión, por favor, no pongáis el disco de risas, de que fue el jefe de la compañía eh, de esta compañía que hemos hablado Silvercore, el que siguió con el plan por su cuenta Joder, qué barbaridad que Qué y, historia ¿eh? primera, primera y segunda, Juan Guaidó ha dicho que no sabe nada, claro, típico y tres por, por darle a todos en, un, un guantazo, el propio Maduro ha hablado de una invasión frustrada Vamos a ver, no sé si son eh, hay unos 30 o 40, ¿40 personas iban a, a, a invadir el país? Eso es, ahí están Es decir, eh, hay algo que no sabemos, posiblemente estos iban y, y a lo mejor querían, eh, había una cosa más grave detrás, ¿no? Uh -huh. eh, querían mover, querían a ver si el ejército se, se levantaba, no sé, alguna cosa, ¿no? Pero lo que está claro es que eh, esto es una, una, una chapuza, ¿no? Lo único que yo creo que es eh, totalmente cierto, aunque explica, eh, digo sobre todo en la forma de explicarlo, es que Maduro ha acusado a James Estory, que es el recién designado embajador eh, de Donald Trump para Venezuela, de ser el responsable de, de organizar esta operación. Por aquello que yo creo que es verdad, que hemos hablado alguna vez en el programa y es que Estados Unidos es el único país que no tiene golpes de estado porque no tiene un embajador de Estados Unidos, y no le han expulsado al embajador de Estados no, Unidos, no está, no está allí, ah no está, claro eh, es un es un designo pero en Estados, en Venezuela ahora mismo todavía no hay embajada de Estados Unidos, uh -huh. es un embajador digamos Virtual. para para ese tipo de cosas Otra historia relacionada con mercenarios eh, es una historia que nos lleva a las Islas Seychelles, a un paraíso que también fue en su momento infernal por culpa de los mercenarios. Aquí, eh, este caso es un caso que, que lo traigo para, para complementar esto que ha ocurrido ahora mismo hace, una, hace seis días en Venezuela, porque lo protagoniza Mike, Mike Wehr, que es Eh, el mercenario más famoso en la historia de, de, desde el último siglo, ¿no? Que, y que además coinciden que eh, ha muerto el 3, murió el 3 de febrero a los 100 años, ¿eh? O sea, un mercenario que, que sobrevivía, le llamaban el loco eh, Mike, ¿no? Y que era el tipo mm, de mercenario típico, ¿no? Era, mm, hizo la Segunda Guerra Mundial en el ejército británico acabó de, de mayor, era pequeño pero era un tipo guapo y, y bueno, y cuando acabó la guerra, pues se fue a Sudáfrica Suráfrica, que en en, después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en lo que se convirtió y eh, en 1961 había conocido a, a, a Moisés Sombe, que era un político eh, congoleño y que eh, llegó a ser el primer ministro y entonces Le contrató porque, y ahora fijaros por qué es a la contra, porque había una guerrilla comunista que eh, intentaba quitarles el poder que ellos a su vez le habían quitado a Patriz Lumumba, historia que hemos contado en La, en, en la Rosa, que llegó al era progresista, socialista y como llegó al poder eh, pues rápidamente... Lo, lo, le hicieron un golpe de estado entre Gran Bretaña y Estados Unidos y entonces eh, había esa guerrilla y le contratan para acabar con la guerrilla bueno, lo hizo tan absolutamente exitoso acabó con ellos en 18 meses que a su, a su grupo internacionalmente les conocían por los gansos salvajes y eran tan famosos que en 1978 se hizo una película de gran éxito que en el mundo se llamó Los Gansos Salvajes, en España, Patos Salvajes, que protagonizó Richard Burton y que estaba basada en, en, en este tipo. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues este tipo, que era tan exitoso, llegó un, en 1981 y le encargaron dar un, un golpe de Estado en las Islas Eichelles, diciendo, contratamos al mejor, esto tiene que salir seguro. Bueno, pues él lo montó, eh, contó con la ayuda de... Mm, Sabéis que las, los países ayudan, pero ayudan en, en secreto, Sudáfrica y Kenia, y eh, en octubre del 81 reclutó 46 hombres. Y entonces, para poder entrar en las Islas Seychelles y no llamar la atención, mi, debió mirar a los, a los 46 hombres, que debían ser unos cachas de narices, y entonces no se le ocurrió otra cosa que eh, inventarse que eran un club benéfico de jugadores de rugby que iban a las Seychelles. Y entonces ellos iban cada uno con una bolsa enorme, en la cual en un doble fondo llevaban cada uno un fusil soviético AK-47. Nada no, más y nada menos, si pasado por un aeropuerto. Sí, sí, no, pero escucha, Uf, lo, lo pistonudo es que eh, de los 46... 44 pasaron el control sin ningún problema. <risa> Vaya control. O sea, que eh. fueron dos, dos que se delataron, Joder. empezaron a sudar. No, no, uno que de repente se le debió poner chulito el, el, el controlador, se debió, se debió poner chulito no sé qué, tan, y entonces pues dijo, así ah, pues ahora te vamos a revisar. Y claro, al revisarle encontraron el, el AK-47. Y en el aeropuerto, imaginaros a estos jugadores de rugby supuestos, se debieron liar a tiros de Madre. narices y al final terminaron secuestrando un avión que llegaba de Air India y volvieron a Suráfrica. Jolines, el mayor los... de los ridículos tremendos. Oye, oh, eh, Fernando, ¿se repite el número de cuarenta y tantos? Sí, sí, sí. Es que debe ser el, un número perfecto para dar un golpe de estado. Sí. Pero claro, no es lo mismo dar un golpe de estado ni Islas Eichelles Que en Venezuela. Eh, y no, eh, que, no, eh, no, no es lo mismo eh, ser de una agencia, una agencia de mercenarios, eh, que ser de un equipo de rugby. Efectivamente. <ríe> vale. que sí, son pero, 47 eh, ahora, ¿eh? Menudo equipo sí. de rugby. Sí, sí, sí, o el de fútbol sí, americano, porque en esta ocasión es fútbol americano aquí llamado rugby, pero es otra cosa, es otro deporte. Sí, y, porque, y por eso decían que era un club benéfico, que eran todos los jugadores. Ahora y, también os digo una cosa, Aguaer era tan estupendo que le cayeron 20 años de prisión en Sudáfrica, joder, pero a los dos años y medio ya estaba libre, por supuesto. Qué y aquí también existen una serie de mercenarios, eh, bueno, tiene mucho que ver con España, o con una colonia española y tiene que ver mucho también con el hijo de Thatcher, que también era mercenario, bueno, con un país, con Guinea ecuatorial. Sí, este es un ejemplo de algo que, eh, que no nos cansamos de repetir y que yo creo que ya todo el mundo tiene claro, y es que al final el petróleo es una bendición de Dios, que diría mi madre, pero también es una maldición del demonio, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en Guinea Ecuatorial nadie les hacía ni pajolero caso porque era un país, eh, vaya aburrimiento, hasta que en el 84 empiezan a encontrar un poquito de gas, y ya llegan el 95 y encuentran el, unos yacimientos de petróleo y de gas situado en el mar, que producen 350.000 barriles, bueno, la, la repera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, Obian, en lugar de, de hacerle la concesión a España y a Francia, que eran con los que había tenido su relación, pues, que se la hizo? A las empresas de Estados Unidos. ¿Y qué, y qué ocurrió? Pues lo, lo, que, lo que tenía que ocurrir... Eh, que en el año 2002 mmm, coge y un comerciante libanés, el Ikalil que estaba, se, se quiere quedar con el petróleo y entonces monta un golpe de Estado. ¿Pero cómo lo monta el golpe de Estado? También eh, como se hacen estas cosas, ¿no? Eh, dice, bueno, voy para que internacionalmente me acepten, voy a vender eh, un golpe de Estado diciendo que es una acción humanitaria. Destinada a terminar con el brutal Obian. Fijaros, eh, lo mismo que, que pasaría años después con, con Irak y con Saddam. ¿no? Uh -huh. eh, Obian era realmente un dictador, es decir, que Obian no, no me da ninguna pena. Pero el hecho es que tenían eso y, y intentan, acabar, intentan poner a quién. A Severo Moto, que era el opositor famoso, que dónde estaba Severo Moto? En Madrid. Claro. Y entonces llevan a cabo, Calil eh, eh, lleva eh, a cabo el, el, la organización y lo que hace es contratar a un experto mercenario, a Simón Mann, eh, nuevamente radicado en Sudáfrica, uh -huh. que era la época donde estaban ahí todos los, los grandes mercenarios, ¿no? Y entonces, eh, la creen bastante... de la creen, vamos, estaba ahí metida. Eh, la creen de la creen, efectivo, <risa> donde... Y entonces, y entonces eh, habla el, eh, hablan con alguien para que ponga las pelas. Y ese que pone las pelas es, como ha dicho Bruno, Mark Thatcher, el hijo de la, de la dama. De, de Margaret. Diana. Eso es. Y entonces organizan para poner, hacerle una trampa. Mm, trampa, trampa a Obian. Y cogen a otros mercenarios que hay dentro. Eh, dicen, pues le vamos a llevar. A, eh, al aeropuerto en el aeropuerto le vamos a, a dar unos regalos que son unos coches de lujo y cuando esté ahí con su guardia marroquí llegan los mercenarios de Man le cogen y, y, y 30 minutos después el Severo Moto que está en las Islas Canarias esperando, llega y se queda todo perfectamente planificado, excepto porque este golpe de estado ¿a quién perjudicaba? perjudicaba claramente a las empresas estadounidenses y alguien filtra a a, pues a, a, a Sudáfrica que está man y y los y los y 65 hombres en este caso eh, y, y bueno pues les detienen en el aeropuerto de Zimbabue precisamente cuando ya iban a coger el vuelo para llegar a, a Guinea y como sí. pasa en estos casos Pues, ¿qué pasa? Pues que eh, Mann eh, le, le detienen en eh, Zimbabue, lo eh, extraditan a Guinea y ahí lo cuenta todo. Cuenta que Thatcher es muy malo y entonces en, en Sudáfrica le detienen y, bueno, pues obviamente eh, no le hacen nada y le, le ponen medio millón de, de tarje, por tarjeta roja y acepta pagarlo, y pero man eh, desde la cárcel cuenta que eh, el golpe contaba con el apoyo de un gobierno, del gobierno español presidido por José María Aznar. Y entonces descubren y, y ven relación a que precisamente en estos días había un barco de guerra español que estaba haciendo unas maniobras al lado de, de Guinea. Pero, pero era, una, era una casualidad. Casualidad, con infantes de marina dentro, ¿no? que sabéis que son por las películas de la Segunda guerra Mundial, los franceses validas son los que hacen la invasión de las, de las playas, ¿no? Bueno, sí, se, eh... se ha especulado mucho sobre quién pudo pagar ese golpe de Estado fracasado. Eh, una de las cosas que estamos viendo y que seguiremos viendo es que eh, todos los golpes de Estado en los que han participado mercenarios se han ido al traste. ¿Pero quién pagó ese golpe de Estado? ¿España? Inglaterra? Guinea, porque también se ha dicho si era un autogolpe, Estados Unidos. ¿Quién lo pagó? ¿O quién pues crees es que lo pagó? Yo o, creo o que el que puso, el que puso las, pelas, eh, para los, eh, las pelas inicialmente para los mercenarios fue Thatcher, uh -huh. Mark Thatcher, que fue el que eh, puso ese primer dinero. Y que, y que por lo tanto figuraba eh, con los eh, intereses y yo creo que detrás de este golpe eh, digamos, los que habrían puesto el dinero posteriormente y por lo tanto los que eh, habrían de alguna forma eh, rentabilizado el golpe pues si estaba martacher sería Gran Bretaña y, si, y eh, sin ninguna duda el, el gobierno español ¿y quién les delató? Estados Unidos, está claro. Estaban defendiendo sus intereses y la CIA, como siempre, eh, protegiendo a sus a sus empresas, que no son empresitas, eh, que estamos hablando de, de empresas poderosas y superpotentes, que siempre cuentan con el apoyo de sus empresas. Otro golpe de Estado con relación con España también, el golpe de Estado en Santo Tomé. ¿Qué pasó? Y mercenarios también por medio. Esto es una historia distinta, por eso la traigo y es una historia eh, eh, menos curiosa. conocida. Sí, sí, porque esto esto esta es una historia de tres exmilitares españoles que, que habían estado en unidades especiales, Marco Martínez Méndez, Orlando Pérez López, José Manuel López Jiménez y que de alguna y que de alguna forma no les contrata el ex Ministro de Juventud y Deporte de Santo Tomé, Albertino francisco y les contrata para eh, ser guardaespaldas de, de él y de algún otro político de la oposición, dado que se iban a celebrar eh, la, eh, en unos meses después unas elecciones eh, de eh, generales. Dos ¿no? les contratan y ellos llegan el 29 de julio de 2018, llegan a, a Santo Tomé. Aparte de la ropa que, que puedan llevar en sus maletas, lo que llevan es unos chalecos antibalas. Ese es todo, el, digamos, el arma militar que eh, ellos llevan. Sin embargo, cinco días después de llegar ahí, el 3 de agosto, los ex eh, militares fueron detenidos y fueron encarcelados, acusados de ser mercenarios porque eh, pretendían, decía el gobierno de Santó Tomé, dar un golpe de Estado. Golpe de Estado que incluía, por supuesto, la detención de, de gente del gobierno, incluso el asesinato del, del presidente. Entonces, para demostrar que estos tres militares eh, eran malos, malísimos, sacaron su arsenal de alma, armas, que eran un fusil, fusiles de asalto, AK-47, como veis, eh, suele ser el arma de los mercenarios, eh, la granada, mayonetas y, y machete. Y ellos se quedaron absolutamente alucinados. Y se quedaron absolutamente alucinados porque, en realidad, el único arma que ellos llevaban eran chalecos antibalas. ¿Dónde habían salido esas armas? Pues ellos, los tres exmilitares españoles, no tenían ni idea. Y Tra la resolución habla. Traición, traición. Lo, habla claro realmente de lo que pasó, ¿no? Y lo que pasó fue que, unas semanas después, pocas semanas después, los tres fueron liberados. Y el gobierno español sacó una nota en el cual celebra el funcionamiento del sistema de garantías legales en Santo Tomé y les agradece su firme compromiso con el Estado de derecho ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir y que en Santo Tomé se inventaron el, el golpe de estado aprovecharon eh, que los tres eh, españoles les habían contratado como guardaespaldas y se inventaron este ¿para qué? para, para ganar las siguientes elecciones y, de, y decir que que la oposición eran unos golpistas y que querían acabar con también os digo que esto se consiguió gracias a que la Unión Europea y Portugal que tiene bastante ascendencia le dijo dejaros de le debieron decir dejaros de gilipolleces y soltar a, a, a los tres militares que lo no han hecho nada. y todas estas cosas eh, sin sentido verdaderamente pues un poquito ridículas eh, relacionadas con los eh, mercenarios tiene su origen en una cosa el golpe en payacochinos y le hacía por medio Sí, esta es una historia la hemos dejado al final porque aunque digamos que es históricamente la, la más conocida y la, y, y la que ha pasado a, a los anales de, del chapucerismo eh, es una de, demostración de que eh, para, para conseguir cambiar un régimen eh, a veces eh, el utilizar Eh, mercenarios eh, no es el, el, el buen camino, también es verdad que Estados Unidos eh, podía haber eh, en, en algún momento invadido Cuba, ¿no? que era lo que eh, en, en un primer momento pensaban pero ellos no querían figurar como, como los malos de la película, sin embargo pues fijaros pues al final lo que pasó no el, el 15 de abril de 1961 ocho aviones con la bandera cubana atacan la, la isla y lo atacan eh, de alguna forma eh, chapuceramente, ¿no? Eh, tres de ellos son, son atacados, son, eh, son repelidos, durante, repelen el ataque los, los cubanos y uno de ellos vuelve a Miami y su piloto se presenta como un rebelde que dice que pertenece a la aviación cubana, ¿no? y que pide ahí asilo político, ¿no? Bueno, pues comprenderéis que los periodistas no tardaban en descubrir que el avión era norteamericano y que lo habían pintado con los colores cubanos. Ya empieza mal, pero es que el 16 de abril ya lanzan la invasión, que supuestamente tendrían que haber eh, facilitado esos ataques de la aviación del día siguiente, y ahí ya no son ni cuarenta ni sesenta y pico, Silvia, en este caso son mil cuatrocientos hombres. Esto ya, esto ya es un poquito son? serio. Esto ya es serio. Estos son exiliados cubanos, estos son mercenarios, estos son agentes de la CIA que el ser agente de la CIA no quiere decir que seas americano o estadounidense, sino que puede ser de cualquier otro, otro país y que eh, los lanzan en Bahía Cochino pues eso, para acabar con el, con el régimen. En el fondo es la venganza, pues en otros casos hemos hablado del petróleo, aquí es la venganza porque el, en el año anterior eh, Fidel Castro había derrocado al dictador, a Pulgencio Batista, y con él, que era muy amiguito de los americanos, y que y, y Fidel Castro se había, había osado nacionalizar las empresas de, del petróleo, del azúcar, del teléfono, de electricidad, todas eran eh, americanos bueno, os resumo porque es un caso más conocido llegaron los 1400 y, y la verdad es que fue un desastre un desastre porque les, les estaban también esperando eh, las filtraciones habían llegado eh, y al final fue eh, un desastre sobre todo por qué? porque porque a, a la CIA le habían vendido que si se producía esta invasión el pueblo se iba a sublevar contra Fidel Castro y, en, y eso es lo que permitía el, el golpe Es, es decir, es básico que la acción de los mercenarios se eh, vaya acompañada de, de de los pueblos de, de una, de de una pueblo, respuesta ¿no? de la población. Claro, eh, ellos es como la llama que enciende algo, pero tienen que encender algo. Aquí no lo hicieron, no, aquí no se encendió nada, murieron eh, durante el ataque unos cuantos, cerca de 1.200 fueron hechos prisioneros, es verdad que a todos los que, a muchos los los mataron salvajemente lo, los cubanos. Es nada más de tenerlo. Y al final, pues ¿en qué acabó esto? Pues acabó que al año siguiente el, el Cuba los intercambió a cambio de 53 millones de dólares en forma de alimentos, medicinas y tractores. Con Almadilla Rosaventos en Twitter, Johnny nos dice, me quedo muerto con todo lo que sabe Fernando, que nos está contando aquí en materia reservada. Y Anaís nos pregunta, Fernando, y te transmite la pregunta. Fernando, ¿cuántos años estudian los mercenarios? Pues, pues muchos. ¿Les porque... damos un máster después? Claro, es que hay que tener en cuenta que el, el buen mercenario normalmente procede del eh, Porque le sale siempre mal, ¿eh? Su suelen seres militares, ¿no? Suelen seres militares, que tienen experiencia y que eh, ahora mismo... Eh, eh, yo creo que hicimos un programa en el cual decíamos cómo que estaban contratando en España. sí. Y, y que, bueno, normalmente se presenta gente que ya tiene una, la mayor parte que tiene una experiencia, que ya no está en el ejército, o gente que está en el ejército y, y joder, le dice, vamos a ver, yo gano aquí X dinero y estos me pagan cinco veces más, ¿no? Es pues decir, que también es lógico, ¿no?, a veces que la gente quiera eh, hacer todas estas cosas. Pero también digo una cosa, eh, hemos contado estas acciones, pero hay otras muchas de mercenarios Y otras muchas misiones de, que llevan a cabo los mercenarios. Que tienen y que éxito. Son muy, muy exitosas. ¿eh? Pues mira, decir, bueno, en, exitosas hasta un punto. No sé cómo un golpe de Estado puede ser exitoso. No, no, me refiero a que, por o sea, ejemplo, que cumplen en, Siria, sí. en Siria, en Siria, sí. en Irak y tal, eh, eh, mm. cuando hay que proteger en, en determinados momentos, hay, hay que proteger, por ejemplo, los pozos de petróleo del de, de sí. ataque de los rebeldes. Y esas misiones. Eh, se las dan muchas veces a, a, a los soldados privados, a los mercenarios ¿no? que lo están jugándose la vida ahí, es decir, que no hacen solamente esa, esas cosas, ¿no? hacen mu montones de cosas y son muy buenos en, en ese tipo de cosas lo que pasa es que a veces se meten en estos golpes de Estado y entonces ahí ya efectivamente, como tú dices eh, un, un, un golpe de Estado es un, es un golpe de Estado ¿no? aunque hay, es verdad que hay, hay dictadores a los que merece la pena echar, ¿eh? Pero bueno, y hay, y hay no mercenarios ahí. que luego también hacen sus negocios en paralelo, que aprovechan que están en determinados sitios para sacarse otras carnazas correspondientes. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Quiere decir que, que cuando hemos estado en determinados, eh, han estado en determinados países a lo largo de la historia, ¿eh? te hablo, desde después de la Segunda Guerra Mundial, pues al final eh, hemos descubierto el tráfico de antigüedades o... O otros tipos de tráficos de drogas tipo, que lo llevaban a cabo lo que podemos dentro de la figura de los mercenarios. Fernando Roda, tiramos de la manta? Venga, vamos. Venga. Y es que esta semana, en el infierno, ha habido una nueva persona que ha ido al infierno. Su alma ha ido ahí. Es Billy el Niño que es una el persona de... que de armas tomar no sí. el 13 de septiembre de 1974 ETA cometió un atentado en la cafetería Rolando de la calle del Correo de Madrid frecuentada por agentes de la brigada político-social hubo 13 muertos y medio centenar de heridos la respuesta policial no tardó en llegar numerosos sospechosos fueron detenidos uno de ellos la abogada Lidia Falcón que no había tenido nada que ver. Detenida en Barcelona, fue conducida a Madrid, a la primera planta de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, donde tenía su sede la Brigada Política Social, el lugar al que ella y muchos estudiantes progresistas tenían pánico, pues habían escuchado numerosos relatos de las torturas que se infringían allí a los detenidos. Durante nueve días fue sometida a interrogatorio por los policías mandados por Roberto Conesa, el sin escrúpulos jefe de la brigada. Al mando directo estuvo su hombre de máxima confianza, Antonio González Pacheco, cuya identidad Lidia desconocía, pero sí descubrió por sus rasgos que era al que todos llamaban Billy el Niño. Enterado González Pacheco de que la chica acababa de pasar por una hepatitis, se dedicó a golpearla en el estómago, y en el hígado mientras respetaba. Ahora ya no parirás más, puta. Y la amenazaba con violentar a su hija, a la que también habían detenido. La abogada nunca olvidará, según contó muchos años después, aquella cara del torturador, esos ojos que chispeaban ante el dolor ajeno, que disfrutaban infundiendo terror y ejerciendo la superioridad que le otorgaba tener a la víctima atada el comportamiento de un sádico pasado jueves 46 años después Dili el niño murió por COVID en la cama de un hospital 20 personas habían presentado querellas por torturas contra él en los últimos tiempos la justicia argentina intentó conseguir su extradición a partir de 2013 para procesarle por la causa abierta por los crímenes del franquismo algo que no consiguió por los motivos legales aducidos por la Audiencia Nacional. Esas cosas de que sus delitos habrían prescrito porque no consideraba que se le pudiera acusar de crímenes de lesa humanidad. Billy el Niño no era el policía más cruel con los detenidos, pero sí el único que no trataba de ocultar su identidad cuando perforaba los tímpanos de los detenidos o les golpeaba durante horas en las plantas de los pies. Era un chulito, una vergüenza para la humanidad es muy triste que haya muerto sin que las víctimas hayan podido resarcirse consiguiendo al menos verle enfrentarse a unos jueces algo a lo que tenían derecho igual de deprimente es que se haya ido sin que el gobierno le arrancara del pecho las cuatro medallas pensionadas que hacían que su sueldo mensual fuera un 50% más alto que el de cualquier policía jubilado hoy quiero recordar a las víctimas de este policía y a las víctimas de las dictaduras de todo el mundo. La justicia internacional debe abrirse camino para que los sátrapas y los que le mantienen en el poder ciegamente sepan que no les saldrá gratis hacer el mal. La verdad es que uno piensa en este personaje y pensar... Y que un personaje así es real, es terrible. Eh, todo lo que hizo, cualquier cosa que se diga que hicieron, es cada cosa que oímos es todavía peor. Nos dicen ahora que en el infierno tampoco lo quieren. Es que yo creo que es eh, pues sería eh, sería hasta bueno comparado con los otros que están en el infierno. ¿eh? ¡Qué personaje! No, y lo que bueno era. que al final Mira, Bruno, se ha sabido lo despreciable que era también. Por suerte. Y al final al menos ha tenido que esconderse porque vivía como como un, un, un pachá, ¿no?, haciendo como si nada hubiera pasado. A mí, en estos días, desde que eh, nos enteramos de su muerte, a mí me ha recordado mucho el caso de, de Pinochet, ¿no? Uh -huh. Es decir, no podemos permitir que los dictadores, y, como Pinochet, o la gente que eh, es el brazo ejecutor y por servir a un dictador consideran que pueden hacer lo que le dé la gana con los opositores, Que esas personas se queden libres, es decir, pasen los años que pasen a esas personas que tienen que saber que la justicia internacional, ya no sé si la de su país, la de cualquier país del mundo, los puede coger, los puede juzgar y los puede no condenar a muerte, si no, eh, me niego a eso, pero sí a tener encerrado durante muchos, muchos años en una uh, prisión Fernando Rueda, muchas gracias hasta la semana que viene un abrazo fuerte, chao. hasta Cuídate. la semana que viene a ver si nos dan la libertad a y ver, puedo, a puedo ver. ir a la radio y sales de la cloaca por fin <risa> un abrazo chicos semana que viene, chao. chao en Onda Cero la rosa de los vientos el círculo secreto se vio fantasmas decía ese niño de la película en sexto sentido a veces envió fantasmas, se vio fantasmas. Como decía el niño, a veces se vio muertos, pero es que eran muertos que se había convertido en fantasmas. ¿Quién nos acuerda de esa escena? ¿Quién nos acuerda? Es que los niños, algunos niños parecen tener ese don, esa capacidad de o sea, no de ver muertos, pero sí un don, una capacidad, un poder psíquico. Los niños parece que nacen con todo y con la vida, con los años, con el tiempo, lo van perdiendo. El círculo secreto de esta noche con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy tal, queridos, ¿cómo estáis? A veces veo fantasmas a ¿eh? quien no ha visto esa película. El, a veces veo muertos. Él está en la, en la casa del poltergeist. <risa> escondido. <¿Y quién? risa> ¿Y quién no ve fantasmas a diario? Yo cada vez que enciendo la tele o veo las redes sociales me encuentro millones de fantasmas. Sí, es sorprendente. Pero esos son vivos, ¿no? No muertos. O pues sí, están es muertos a... algunos también. Algunos son vivillos. Muy vivillos. <risa> bueno, vamos a comentar algunos casos en de niños, de adolescentes que han tenido experiencias. Son pequeños endotados, a prueba, pequeños endotados que pueden tener capacidades como los de. Psíquica. Kiss. Sí, eh, mira, en Galicia tenemos un, un concepto en el folclore gallego, en la, en la tradición gallega, hay un, folclore, un, un concepto que a mí siempre me ha seducido, me ha parecido extraordinario, que son los corpos abertos. Mm -hmm. En Galicia llamamos corpos abertos a esas personas que nacen con una capacidad de ver, de percibir el mundo invisible, una supuesta realidad paralela que es donde podríamos englobar todos esos fenómenos extraños, los fantasmas, los ovnis, las apariciones. Y a mí siempre me han entusiasmado, desde, desde que tengo uso de razón, eh, a mí me encantan los niños y me ha gustado mucho poder recoger casos de esos pequeños dotados, de esos pequeños testigos, en todos los contextos, ¿eh? en el ámbito paranormal, en el ámbito de las apariciones, de los ovnis, porque da la sensación de que tienen una frescura, una espontaneidad en su relato, que no suelen tener que no suelen tener los adultos. Los adultos. Y has mencionado eh, eh, Secret Kids una serie que a pesar de que comenzó a emitirse en, en, en el año 2008, se emitió la, las tres primeras temporadas en la televisión norteamericana en 2008, 2009 y 2010, y el año pasado, un poco al rebufo de todo el éxito de la serie de ficción Stranger Things, Stranger Things ha vuelto a, a relanzarse esta esta serie, que no es una serie de ficción de la que os estoy hablando, sino un reality, un programa que en la televisión norteamericana se puede hacer, aquí sería impensable por la protección que hay con los menores, pero que consiste en una especie de de concurso, de reality, para intentar buscar al pequeño psíquico, al niño con más capacidades paranormales. Y, y la verdad es que fue un fenómeno social, de, como digo, en, en su primera época eh, se mantuvo durante tres temporadas en las que todas las semanas niños menores, algunos muy pequeños, que parecían tener algún tipo de capacidad extrasensorial o de capacidad paranormal, eran puestos a prueba delante de las cámaras, eh, haciendo a veces cosas verdaderamente increíbles. Y en esta nueva temporada, que se estrenó el año pasado, eh, ya participan como asesores, digamos, como coach, algunos de aquellos niños que participaron en, en los primeros años, hace... Pues hace diez, doce años, que ahora ya son unos jóvenes, adultos, y que, digamos, que asesoran a estos nuevos pequeños psíquicos para llevar adelante sus experiencias. Porque lo cierto es que en toda la bibliografía especializada, aunque este es un tema que no se trate con demasiada frecuencia, En, el, en todo el mundo del misterio hay una cantidad ingente, enorme, de casos protagonizados por niños muy pequeños, tanto en el fenómeno ovni, en la historia de la parapsicología, o sobre todo, fundamentalmente, en toda la casuística poltergeist. Vamos a comenzar a comentar algunos casos, algunos episodios, testimonios y experiencias que nos dan que pensar no era un niño, una niña exactamente, era un adolescente, pero lo que los científicos investigaron en torno a Mónica Nieto en España, en Cáceres, fue espectacular. Bueno, Mónica cuando comenzó, cuando yo la conocí, cuando comenzó todo, cuando empezó a, a manifestar aquellas presuntas capacidades, eh, tanto psicocinéticas como extrasensoriales, tenía 14 añitos. Y, y cuando yo la conocí en 1988 se estaba desarrollando la primera fase de la investigación que estaba centrada en, en sus capacidades telecinéticas y, y, y de PK y luego se amplió al campo de la percepción extrasensorial. La historia de Mónica, resumiéndola mucho, comienza cuando ella empieza a llamar la atención en el colegio porque era una niña que hacía cosas extrañas que no hacían los demás niños, y tuvimos la inmensa fortuna de que una de sus compañeras de colegio era la hija de Pedro Criado, que era uno de los miembros del CEPE, que es el Centro de Estudios parapsicológicos de Extremadura, liderado por Rafael Rivera Madariaga, y le comentó a su padre, al que oía hablar de cosas de estas, de la parapsicología, de lo paranormal, de los eh, le un día le dijo, pues mira papá, en mi clase hay una niña que hace esas cosas de las que tú hablas. Así es como descubrimos de una forma totalmente espontánea y casual el casi, el caso de Mónica Nieto. La niña, eh, Nadie lo creyó en su momento, pero es que la niña demostró todo, y no solamente ante testigos. Eh. Muchos eh, científicos, ella se sometía... Bueno, ella tenía esa mirada cristalina eh, hacía las cosas y todos os asombrabais. ¿Por qué? Pues... A ella no le importaba. Eh, no le importaba en el sentido de que no le daba mayor trascendencia. Bueno, y de hecho no le gustaba nada, porque el caso de Mónica, que yo lo seguí muchísimo durante muchos años, y además creo poder presumir que de todo el colectivo de investigadores que desfilamos por su casa durante aquellos años, yo creo que soy con el que ha mantenido siempre mejor relación. Tú lo sabes, hace uh -huh. poco estuvimos en contrato con ella y yo sigo teniendo una una gran relación con Mónica, pero digo que no le interesaba nada el tema, es muy curioso porque... Y no le interesa eh, nada la popularidad, la fama, no, no, no, no, eh, la... le hemos invitado a recordar esa historia, no ha querido, eh, está completamente aparte eh, de eso, no quiere recordar ese episodio en su vida, que no es que sea malo, no, simplemente forma parte del pasado. Esto ocurre en muchos casos, en muchísimos. ¿eh? Yo, yo he recogido muchos casos protagonizados por niños y cuando haces un seguimiento con el paso de los años hay algunos que sí se han mantenido en el mundo de lo paranormal pero la inmensa mayoría prefieren olvidar aquello, aquello que vivieron siendo solamente unos niños o unos preadolescentes. En el caso de Mónica todo comenzó de una forma anecdótica porque su madre, eh, Teresa, Ella sí era una gran interesada, una curiosa, no, no tenía ningún vínculo con el mundo de lo paranormal. Pero, pero sí perdona, era... que era la pregunta que te quería hacer yo antes, que ahora que hablas de la madre, de su familia no había nadie que tenía ningún tipo de de de estados dotes ni nada, ¿no? No, no, no, no y además es, es, es precisamente lo que se va a comentar. Todo comienza cuando ella escucha un programa de radio en el que se habla sobre el efecto Geller, sobre la visita de Uri Geller a España y aquello de doblar cucharas y tenedores con la mente, y en ese programa de radio invitaban a los, a los oyentes a que lo, lo probasen, a que lo experimentasen, entonces Teresa me contaba que cogió a Mónica, a su hermana y a su hermano, ellos eran dos chicas y un chico, eran tres, tres hermanos, y le dio una cuchara a cada uno de ellos para que intentase doblarla. Y seguían las indicaciones del programa de radio y de los tres, solo en el caso de Mónica se produjo ese doblaje de metales, según nos contaba Teresa. Y a partir de ahí empezó todo. A partir de ahí Mónica empezó a descubrir que tenía una capacidad pues que no tenían ni sus hermanos ni el resto de sus compañeros del colegio. Y empezaron a ocurrir cosas. Aprendimos mucho porque las sometimos a auténticas torturas. O sea, lo que hicimos con la pobre niña, de verdad, era terrible. La primera fase de la investigación solo sobre la PECA la fueron dos años. Dos años en las que se la llevó al hospital, se la sometió a electroencefalógrafos, a electromiómetros, se le clavaban eh electrodos en la piel, se le hacían mil terrerías a la pobreza, hicieron experimentos ante notario, participaron investigadores muy conocidos como Germán Argumosa... el doctor Alfredo Bonavida, bueno mucha gente desfiló por allí y y descubrimos mucho sobre cómo funciona la mente de los psíquicos y cómo funciona la mente de los investigadores. Yo siempre estaré agradecido a ese caso porque aprendí muchísimo durante, durante esos años, pero lo curioso de la historia es que a Mónica ni le gustaba lo paranormal, ni le interesaban estos temas, y para ella era un coñazo. De hecho, uh -huh. lo pasaba bastante sí, sí, mal. Sí. Y, y, y para aislarse es una anécdota muy divertida, porque cuando tú visionas los vídeos de los experimentos, Lo primero que te sorprende es que como ella estaba incómoda, a ella no le interesaban estos temas ni le gustaba, para aislarse pedía que pusiésemos música a toda pastilla, pero no una música cualquiera, música de Ricky Ashley. ¿Recordáis sí, de Ricky sí, Ashley? Sí, sí, sí. sí, claro. Bueno, pues, claro, era un coñazo, tú imagínate. Yo he llegado a estar con Mónica, recuerdo un día que estuvimos 10 horas, 10 horas, que se dice pronto, con la pobre niña y en su casa intentando filmar en en vídeo los los experimentos y 10 horas aguantando a Ricky Asle es una prueba de fuego para cualquier investigador oye y esta niña de que era capaz de, ¿Qué podía hacer cuáles eran sus capacidades bueno presuntamente eh, hay bueno presuntamente no hay unas actas notariales que son un documento muy sorprendente y claro a ver si nos ponemos en plan muy crítico es cierto que un notario es un notario, no es ilusionista, ni es parapsicólogo, ni es investigador. Pero hay unas actas de, de un montón de pruebas que se hicieron ante notario, tanto de doblaje de metales como de, de percepción extrasensorial, en las que eh, ella, inicialmente, en la primera fase, por eso decía que aprendimos mucho de ella, ella eh, se hacía la imagen mental de la cuchara, no recuerdo si era cuchara o tenedor, lo primero que empezó a doblar. Y, y fíjate qué curioso, qué interesante es esto. Ella solamente era capaz de doblar una cuchara. Cuando le ponías un tenedor decía que no, que ella la imagen que tenía, lo que se había acostumbrado era la cuchara y que ella cuchara lo que quisieras, pero tenedor que no, que no le salía. Hasta que un día Pedro Criado tuvo la, la ocurrencia de colocar una, una cuchara eh, pegada a un tenedor y cuando ella hizo el doblaje en la cuchara se dobló automáticamente el tenedor y a partir de ahí ya, ya podía doblar tenedores y luego ya se hicieron experimentos dentro de tubos de ensayo lacrados y microfotografiados eh, de, con distintas aleaciones de distintos materiales, pero esos pequeños tics, esos pequeños antojos o, o caprichos o manías... De, de los psíquicos fue algo que aprendimos precisamente con el caso de Mónica luego empezamos con la parte de la ASP de la percepción transensorial clarividencia, telepatía y precognición y descubrimos que donde realmente ella obtenía los mejores resultados era en los experimentos de clarividencia y lo descubrimos de una forma muy simpática es otra anécdota muy llamativa porque vino a España a Cáceres un equipo de, de la televisión japonesa ...para hacer experimentos con Mónica también... ...y luego Mónica viajó a Japón... Y, ...y en el caso de los japoneses fue muy interesante... ...porque se le introducían dentro de una caja opaca... unas ...unos papeles en blanco con una palabra en japonés... ...si, si realmente eh, la, la facultad que ella eh, poseía fuese la telepatía... Eh, cuando se hacían esos experimentos ella lo que tendría que percibir era el, el contenido de esa palabra no el continente es decir la la idea que transmitía no sin embargo ella lo que reproducía era la grafía japonesa eh, con la que se había escrito esa palabra esa fue otra de las cosas que aprendimos y, y con los y con los comunica. y con los japoneses también se ponía a Ricky casley Sí, sí, sí, ella era fan de Ricky Ashley y era la música que le molaba y, y no había, había que aguantar, sí, ¿qué le vamos a hacer? Y era capaz, Esta, eh, insistimos no, favor, en de doblar no, pero, metales con la mente no. escuchando esto. No sé eh, qué es lo extraño o lo difícil, si escuchar esto o doblar metales con la mente. Claro, lo he escuchado y está claro. Es escuchar esto, el mérito. Le dejaba mensajes satánicos a Mónica. No, por Dios, quitarme esto que ya lo escuché bastante. Sí. Oye, por cierto, esta niña era capaz, entre otras cosas, en esos experimentos que fueron todos filmados, una de las cosas de las que fue capaz era, entre otras, de, eh, por ejemplo, ella imaginaba un trozo de metal doblado, lo doblaba cuando estaba el metal dentro de un tubo de ensayo, es decir, no había contacto físico con ese mm. metal. Ella se lo imaginaba doblado, retorcido, y el metal adquiría esa forma después. O sea, digamos que lo que ella pensaba se hacía realidad en el futuro. Bueno, sí, es una forma, es una forma de verlo. Eh, de hecho, yo todavía conservo, recuerdo un día que, claro, yo, yo era con mucha diferencia. Hombre, imaginaros, estaba Germán Argumosa, estaba Alfredo Bonavida, Rivera, Criado. Yo era con diferencia el más joven de todos los investigadores, ¿no? pero con mucha diferencia. Entonces, Mónica y yo siempre tuvimos un, un, una muy buena relación porque había menos diferencia de edad entre nosotros. no Supongo que había más complicidad, no, no lo sé. Y recuerdo un día que después de muchas horas intentando reproducir el fenómeno delante de las cámaras, eh, nos fuimos, Mónica y yo, a su habitación, solo, sin, sin nadie más, y le pedí que, por favor, que ya como un interés personal, que intentase hacerlo para mí, que yo pudiese ver con detalle el proceso no completo. Y allí, sentados los dos, en, en la cama de su dormitorio, Eh, cogió una de las cucharas, una, ca una cuchara muy sólida, muy gruesa, no hablo de cucharillas de té, y comenzó a acariciarla imaginándose esa esa imagen mental, que es como ella lo hacía, y la cuchara se dobló delante de mis narices y todavía la conservo, todavía la tengo, le pedí si me la podía llevar. Claro, al final le acabamos con la cubertería a la madre, sí. porque todos Oye, nos queríamos llevar un recuerdo. ¿no? ¿Sabes eh, si nos está escuchando, no sé si ella, algún amigo, alguien que le conozca en Cáceres, bueno, sabemos, Mónica, te queremos y te necesitamos, ojalá vengas aquí y nos transmitas todo lo que viviste, porque eh, lo respetamos eh, muchísimo. Ojalá un de todas formas, podamos eh, que... charlar y conversar con ella y que nos lo cuente, que recuperemos ese momento que es uno de los momentos importantes en la historia de estos temas. Yo, independientemente de que ella quiera hablar o no delante de un micro, yo mm, le tengo pendiente una visita para para charlar con ella y espero cuando pase todo este coñazo del sí. coronavirus eh, que, que hacer ese a una de las primeras escalas. ¿E ella, ¿Ella ha perdido esas facultades una vez que ya fue mayor? Mira, a ella le ocurrió exactamente lo mismo. A mí me parece un paralelismo muy interesante que le ocurrió a Matthew Mani. Matthew Mani, además esto ya nos lleva a otra dimensión de las experiencias paranormales de los niños, Como todos sabéis, la inmensa mayoría, de, por no decir todos, los casos de poltergeist, de supuestas casas encantadas, se asocian a la presencia de algún menor que, desde el punto de vista de la parapsicología, sería el que generaría el fenómeno, uh -huh. consciente o inconscientemente. El caso de Matthew Mani, que es una especie de Uri Geller británico, o de Monica Nieto británica, es realmente interesante porque él comenzó el primer contacto que tuvo con estos temas fue precisamente siendo con sus padres la víctima de un poltergeist. En 1960 se produce en su casa un, el típico caso de, de poltergeist con movimientos de objetos, ruidos extraños de temperatura que sufrieron sus padres y sus hermanos pero eh, todo parecía orbitar en torno a, a uno de los miembros de la familia que era Maciumani. A partir de ese momento Mani comenzó a desarrollar unas capacidades eh, mediúmnicas, extrasensoriales y, y psicocinéticas que fueron objeto de estudio por muchos investigadores a lo largo de, de toda la historia de la parapsicología británica. De hecho, llegó a estar en España y me parece muy interesante que la, la Sociedad Española de Parapsicología, que, sí, que es muy poca sospechosa de ser crédula, De hecho, eh, la Sociedad Española de Parapsicología, y yo es algo que he discutido muchas veces con ellos, mantienen un férreo escepticismo en cuanto a las capacidades de, de Uri Geller o de Mónica Nieto o de prácticamente la mayoría de los sensitivos conocidos, pero no en el caso de Manny, porque tuvieron la oportunidad de hacer varios experimentos con él en Madrid y y recono y le y, bueno, les convenció de que realmente poseía esas capacidades. Repito, estamos hablando de un niño que comenzó su viaje al mundo del misterio por haber sufrido un poltergeist, teniendo muy corta edad. Bueno, pues en el caso de Manny, lo mismo que ocurrió con el caso de Mónica Nieto, después de sufrir el martirio de, de pasar por toda la experimentación de los parapsicólogos, que pueden llegar a ser muy pesados y, y muy coñazos, ya, ya digo, y se dio cuenta un día de que todo eso a él no le llenaba, no le valía para nada. Él pensaba que si tenía una capacidad eh, especial, él quería hacer algo útil con ella y terminó dedicándose a la sanación, al mundo de la curación. En el caso de Mónica, yo viví ese proceso en tiempo real, porque a veces charlábamos no, sobre... ...qué iba a hacer con con estas capacidades... ...cómo se imaginaba ella en el futuro... ...y un día recuerdo que me comentó... ...que a ella todo esto no le interesaba... ...que le aburría muchísimo... ...que esto de los laboratorios... ...de los tubos de ensayo, de las actas notariales... ...le parecía un coñazo... ...y que ella lo que quería era hacer algo útil... ...con esa capacidad... ...entonces recuerdo que un día me contó... ...que un compañero del colegio se había caído... ...se había hecho daño en la rodilla... ...ella le había puesto las manos... Y el, el amigo le había dicho que había sufrido una, una gran mejoría. ¿no? Y al final pues decidió que si podía hacer algo útil con esas capacidades, pues sería en el mundo de la sanación. Es un caso, repito, muy parecido al de Matthew Manning. El caso de Matthew Manning, que también fue investigado, que también fue seguido durante muchos años por científicos, pero no solamente para psicología y casos también relacionados con el fenómeno el aterrizaje del estedo y nos situamos aquí, nos situamos en A Coruña. Sí, a mí me me encantan los casos protagonizados por niños, ya os lo decía porque cuando charlas con ellos eh, son son mucho más espontáneos, son mucho más transparentes, supongo que no tienen todo el temor al ridículo que puede tener un adulto, todo ese ese pudor, tampoco tienen ningún tipo de afán de protagonismo y, y en este caso en concreto a mí me, me marcó bastante porque eh, el caso se produce en, en un, una aldea que se llama Alestedo que está a unos ocho o diez kilómetros de Santiago de Compostela y a pesar de que estaba toda la familia en la casa eh, a eso de las eh, hablo de memoria dos, tres de la madrugada eh, Dunia que en ese momento tenía ocho añitos se despierta en su habitación porque ve... Es una escena un poco... Recuerda un poco la de encuentros en la tercera fase, ¿no? De repente entra un resplandor amarillo por la ventana y Dunia se despierta en la cama. Eh, recuerdo que me contó que sin ponerse la bata, o sea, simplemente con el pijama, eh, cruzó su dormitorio para acercarse a la ventana y se encontró con la típica imagen de... ...de los platillos volantes de las películas... ...un objeto que estaba... Eh, ...no llegó, según ella me explicaba... ...no llegó a tocar el suelo... ...estaba en lo que llamamos cuasi aterrizaje... A, ...a unos centímetros por encima de del descampado... ...cuando yo estuve en su casa... ...que fue muy poquitos días después... ...la verdad es que pillamos el caso muy en caliente... ...e incluso, bueno... ...siempre tendré que estar agradecido al padre de Dunia porque nos permitió hacer todo lo que quisimos, nos llevamos muestras del terreno, pudimos tomar fotografías, hacer mediciones, y la casa de Dunia era, es una casa de estas de campo, aislada, que está en, en el medio de una finca, pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención de este caso es que la habitación de Dunia estaba en la parte de atrás de la casa, daba un jardín a un descampado eh, de unos 100 metros de, de diámetro, eh pero justo en el medio de ese descampado, de ese jardín, había una fila de árboles, una hilera de, de árboles bastante prolongada, que daba lugar, daba paso ya a campo abierto, digamos. ¿no? Entonces yo siempre pensé, y por eso recuerdo mucho este caso, cuando hablamos del exhibicionismo ovni, que si, si realmente esto ocurrió, si realmente las cosas pasaron tal y como nos contó Dunia, eh, aquello estaba allí para ser visto. Quiero decir, cualquier piloto de un dron o cualquier piloto de un helicóptero, cualquier piloto de una nave convencional, desde una perspectiva aérea, si buscase un lugar para aterrizar, vería que justo al, al, al otro lado de esa fila de árboles, solo unos metros más allá, ...tenía un campo de aterrizaje perfecto y totalmente discreto... ...si realmente ese ese fenómeno se produjo tal y como nos describieron... ...y eligió hacerlo justo del lado de esa, de esa línea de árboles... ...delante de la ventana de, de esta niña... ...da la impresión o uno podría pensar que era algo para que ella lo viese... ...suponiendo claro que, que no se tratase de, de, de algo que ella imaginó... ...que no lo creo, porque en el caso de Dunia hay otros casos distintos... Pero en el caso de Dunia es un ejemplo perfecto de que aquello fue una experiencia que ocurrió eh, cuando estuvimos con ella, nos encontramos con una chica muy tímida, claro, una niña de ocho años, que, que sí nos contaba lo que había pasado, pero que no tenía ningún interés por el protagonismo. Y uh -huh. la única intervención pública que yo recuerdo de Dunia, no sé si os acordaréis de un programa que hizo muy jovencito también Jesús Vázquez, que también es ferrolano, por cierto, Eh, que se llamaba eh, Hablando se Entiende la Vasca, sí. que era la, la versión, digamos, juvenil del Hablando se Entiende la Gente. la sí, lo aceptaba. hacían en los estudios de Paseo a La Habana. Pues era esa la, la versión juvenil, digamos, del programa que presentaba José Luis Col. Y hicieron un programa sobre niños con capacidades o con experiencias extraordinarias y esa fue la única intervención que hubo nunca de, de dunia. Yo intuyo que porque al Al padre le gustaba eso de viajar a Alejandro que era un tío majísimo de de le, le usaba la idea de viajar a Madrid para ir a la tele y que la niña saliera a la tele y yo creo que eso fue más por por imposición del padre que de ella, ¿no? Pero nunca más volvió a aparecer en ningún lado. Sin embargo, en ese programa había otro niño que hoy es muy conocido que yo conocí también siendo un crío Cuando yo lo conocí, acababa de producirse eh, el fenómeno por el que él desemboca en el mundo del misterio y de lo paranormal. Me fui a Sevilla, a su casa, donde se había producido, igual os acordáis, un caso de dos jóvenes que habían fabricado un equipo de radioafición de, de para intentar recibir señales del cosmos con un antiguo ordenador y habían recibido unas unos mensajes muy extraños... Y ese chaval se llamaba, que en aquel momento era un chico o se tendría 15, 16, 17 años, cuando yo lo conocí, se llamaba Guillermo León, también estuvo en ese programa, y hoy Guillermo León es el principal analista de todas las filmaciones y documentos que llegan al programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Él sí siguió en el mundo del misterio, pero en el caso de Dunia se apartó totalmente. Otro caso, aterrizaje en Ruba, en Zihuahua. Sí, este es otro caso que este yo no tuve la, la oportunidad de investigarlo personalmente a pesar de que sí tuve la oportunidad de recoger tanto en Zimbabue como en Malawi como en Mozambique como en toda esa región otros incidentes OVNI interesantísimos porque el fenómeno OVNI en África es diferente. Yo creo que un día deberíamos dedicar un círculo a los OVNIs en África porque tienen una percepción del de, de fenómeno OVNI muy distinta a la nuestra. Pues no, y no, es, nos lo apuntamos. Creo que es realmente interesante. Pero este caso, el caso Rua, impactó mucho a la comunidad ufológica internacional, porque cuando se produjo en septiembre de 1994, no estamos hablando de uno, ni de dos, ni de diez, ni de veinte, ni de 30 ni de 50 testigos sino que la historia que inicialmente recogen los medios es que ese 16 de septiembre de 1994 en una pequeña escuela de, de Rúa en Zimbabue 62 niños 62 niños y los profesores eh, en el recreo de las clases presencian el aterrizaje de un objeto del que desciende un humanoide. Este caso impactó tanto a algunos investigadores como, como John Mack, el famoso psiquiatra de la Universidad de Harvard, que, que era un discípulo aventajado de Wood Hopkins, que viajó hasta hasta Zimbabue para entrevistar a esos niños. ¿no? Y en este caso ya no estamos hablando de 10, ni de 20, ni de 30 pequeños testigos, sino que estamos hablando de un caso con 62 niños. Sí, es una ¿Caso? No hablamos en The Ophanis, hablamos ah. de Poltergeist, el caso Enfield. Bueno, este es otro gran clásico, igual que el caso Rúa, se convirtió en, en uno de los grandes referentes de la bibliografía ufológica en el ámbito de los poltergeists probablemente el caso Enfield, Es uno de los, de los grandes clásicos, las imágenes que se obtuvieron durante la, y las distintas investigaciones que se realizaron en aquella casa han sido reproducidas en miles de, de, de libros y de revistas de parapsicología, inspiraron, no sé si es la segunda o la tercera entrega de las aventuras del matrimonio Warren, que fueron algunos de los investigadores que visitaron este, esta vivienda ubicada en el barrio de brainstone en, en en el municipio londinense de Enfield, en Inglaterra, donde entre 1977 y 1979, hablamos de dos años de fenómenos ininterrumpidos, eh, una familia con, con dos hermanas de 11 y 13 años en este momento, protagonizaron todos los fenómenos extraños que nos podamos imaginar y que superan con mucho la ficción cinematográfica. Para muchos de los miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, que es el gran referente en la historia de la de la parapsicología, los fenómenos eran genuinos. Luego, por supuesto, como en todos los casos, sin excepción, hay detractores, pero es uno de los casos más arquetípicos de cómo se supone que son niños de muy corta edad quienes teóricamente generarían los fenómenos poltergeist según la explicación de la parapsicología. Para el espiritismo es distinto, el espiritismo siempre habla de, de difuntos, de fantasmas, de seres del más allá, pero para los parapsicólogos eh, la explicación sería otra. Y hay un caso, también protagonizado por niños, también protagonizado por una niña, que a mí me parece fantástico, a mí me lo relató en su día en una, durante una reunión de la... Sociedad Española de Investigación Científica del Fenómeno Paranormal, que fundamos en 1988 en Madrid, eh, eh, Rafael Rivera, precisamente, y, y José María Casasuguet, comentaban un caso que yo creo que es el más gráfico para entender esta idea de cómo funcionan los polteres, porque ellos nos contaban el caso de un matrimonio con un par de hijos que se divorcian. Y en cuanto se divorcian, La niña, una de las hijas, comienza a producir todo tipo de fenómenos polteres a su alrededor, hasta tal punto que la ingresan en un hospital y cuando estaba ingresada en el hospital los fenómenos se producían en el hospital, salvo cuando el padre, los padres se habían separado y cuando el padre preocupado porque la niña estaba en el hospital acudía a verla, En cuanto llegaba el padre, cesaban los fenómenos. Qué y fuerte. cuando el padre se volvía a ir, volvían a producirse fenómenos extraños. Yo creo que eso ilustra muy bien porque los parapsicólogos creen que el origen de los fenómenos de polteres tiene que ver precisamente con esa sensibilidad especial de los niños de corta edad. Los niños y los paranormales en el círculo secreto con Manuel Carballal. Manuel, muchas gracias un placer hasta chicos. mañana hasta mañana en Onda Cero La Rosa de los Vientos continuamos estamos en el ecuador continuamos en la rosa de los vientos hemos empezado a las 12 hace dos horas y vamos a estar hasta las 4 hablando de misterios hablando en definitiva de lo alternativo y en este tramo vamos a estar hablando también de una vida tras el misterio De José Luis Hermida, va a ser en Encuentros Cercanos, vamos a hablar de una comunidad de brujos en Mundo Bizarro, y vamos a hablar, entre otras cosas, también de la luna, en el en Eureka, de la realidad y del mito sobre la luna y su influencia en las personas. Y muchas eh, cosas más en La Rosa de los Vientos eh, que quedan por delante en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ahora, eso sí, pistas. Pistas eh, para localizar el personaje oculto de esta noche. Pues mira, recordamos que es un grupo británico muy famoso Que sus miembros se conocieron siendo adolescentes Que tienen múltiples influencias musicales Y que varios de sus miembros eran de familias humildes Y aquí va la tercera pista Es un grupo muy vanguardista Fue muy vanguardista Pues comenzó a componer sus propias canciones Y eso era algo muy inusual en su época Eh, quedaros con este dato Empezaron a componer sus propias canciones Cuando lo normal eran versionar y esas cosas Que era algo muy inusual En su época Y las opciones que le damos son El grupo Queen El grupo Los Beatles O el grupo Los Rolling Stone. Ya sabéis que podéis escribir En rosa.vientos Arroba onda cero Si lo hacéis en el correo O con almohadilla rosa Vientos, Si escribís en Twitter Bueno, pues eh, entre todos vosotros los que acertéis, pues uno de vosotros tendréis un recuerdo de la rosa de los vientos. Las dos y dos eh, minutos, eh, continuamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Si tenemos que buscar un lugar lejano Que se encuentra casi casi en el polo sur Es el destino al que nos vamos Es el sur del sur Es mucho Lo hemos comentado aquí en el programa En alguna ocasión Nos vamos hasta Chile Para el extremo sur de Chile Punta Arenas, allí nos espera Rodrigo Bravo, muy buenos, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. ¿Eres, eres nuestro piloto favorito, ¿eh? <risa> Muchas gracias. Piloto de combate, <risa> nos contaste cosas el, el último día que estuviste con nosotros. Eh, antes de seguir y antes de hablar, eh, porque esto que nos está afectando en España, está afectando al mundo entero. ¿Cómo está Chile en este momento? Bueno, acá la situación eh, está bastante más controlada que en otros países, dado que se tomaron ciertas medidas que han sido efectivas, pero de todas maneras hay ciudades o algunas comunas de la capital de Chile, que es Santiago, o la ciudad donde yo vivo, que es Punta Arenas, por ejemplo, que seguimos en cuarentena hace ya dos semanas y algo, porque eh, han seguido el aumento de contagios. Entonces... Mientras, eh, como llaman, no se aplane la curva o no se frene esa situación, eh, vamos a tener que seguir en, en, en esta condición que, por cierto, eh, ralentiza la vida completa de todos los ciudadanos. Pero hasta ahora, la verdad que las cifras han sido bastante más eh, favorables para lo que estaba eh, pronosticado hace ya dos o tres meses atrás. Se aplane la curva, has dicho. Es una expresión que, lo acabamos de comprobar, no es una expresión que se ha utilizado mucho en España, pero es una, una expresión del globo entero. Eh, sí, o sea, la idea es justamente esa, es eh, hacer que los contagios eh, no superen, eh, o, o la gente que está enferma activa no supere la gente que ya se ha recuperado. Y eso es lo que por lo menos se, se, se ha tratado de, de buscar, yo me imagino, en todo el mundo, porque el problema de esta enfermedad, que ustedes la han discutido muchas veces en su programa y en otras partes, Eh, ...es la atención eh, de cuidado que requiere... ...sobre todo con la de respiradores mecánicos... ...que es lo que más eh, escasea... ...y si se enferman todos al mismo tiempo... ...no abasto para poder eh, eh, ayudar a esa gente que lo, que lo requiere... ...y es donde está la tasa de mortalidad... ...como ha pasado con, con algunos países... ...que ya hemos visto eh, eh, esta última semana. Sí, claro, y claro, zonas aisladas, por ejemplo... ...en principio... Tienen más probabilidad de no contagio, pero en el caso de que llegue la enfermedad a la hora de dar ayuda, incluso abastecerse tanto sanitaria como médicamente, como incluso eh, de alimentos, eh, siempre es un poquito más complicado, me imagino, ¿no, Rodrigo? Sí, sí. Ahora, por lo menos, la aquí, la, el, aquí no ha habido desabastecimiento. Aquí, por lo menos, se ha mantenido tanto en el país, sobre todo acá en Punta Arenas, que es la ciudad más austral de Chile, eh, al, al borde del Estrecho de Marallanes, eh, por lo menos ha habido abastecimiento y eso eso ha sido sumamente importante. Y eso es lo que yo en realidad le comento a, a mis cercanos, a mis familiares, a mis amigos y, y aprovecho también de, de hacer acá esa, el, el alcance. Esta situación es suma, sumamente delicada, es terrible, la gente incluso hasta se llega a desesperar, a veces está a, a, a, al encierro pero la verdad eh, no, no hay otra forma de combatir este esta epidemia, y yo creo que también hoy día tenemos muchas más cosas, es más fácil vivir, tenemos eh, televisión, tenemos computador o ordenadores, tenemos internet para poder entretenernos, tenemos buenos libros, porque imagínense cómo fue, por ejemplo, eh, durante las guerras, o Segunda Guerra Mundial, cuando la gente ni siquiera tenía dónde dormir ni, dónde, ni qué comer. Entonces, Eh, son situaciones a nivel global que después los historiadores se encargarán de dejarlo plasmado, pero hoy día que lo estamos viendo en el presente, tenemos que ojalá mirar el vaso un poco más lleno y darnos cuenta de que claramente nuestras condiciones son mucho más, eh, entre comillas, confortables de las que podrían ser en una, situa en una situación distinta o peor. Y ahí además tenéis una tierra cargada de misterios, cargada de enigmas. Nos hablaste tú porque la has sobrevolado en muchas ocasiones. La Patagonia, la Patagonia es misterio misterio, es historia. Así es, así es. que Hoy día eh, quería comentarles acerca de una... De, de una comunidad de brujos, ¿no? Claro, una comunidad de brujos que queda en en, una, en un archipiélago Si ustedes ven el mapa de Sudamérica, específicamente el mapa de Chile... Al sur, en la décima región, existe el archipiélago de Chiloé. Y en ese lugar eh, existió una comunidad que se llamaba o, o la denominaron la Recta Provincia. Uh -huh. que es un eh, grupo de brujos. ¿Y? ¿Ya? Pero ese grupo de brujos, eh, eh, ¿cómo llegaron a esa denominación? Porque no surgieron por generación espontánea. Estaban allí, eh, se formaron. Se... ¿Cómo eh, alcanzaron esa catalogación para todos? Mira, la historia eh, es más o menos eh, de la siguiente forma. Eh, esto, esto se ha conocido públicamente el año 1880, uh -huh. cuando el gobernador del archipiélago de Chiloé, ya anexado y perteneciente al Estado de Chile, se llamaba eh, Martiniano Rodríguez, hizo un juicio público contra todos los integrantes o todos los brujos que en esos momentos estaban habitando la isla de Chiloé, porque eh, específicamente apuntado por eh, blasfemia, o, o en cierto modo renegar el, el, el catolicismo que, que a pesar de que era 1880, igual en esa época en Chile estaba entrando de manera, eh, sobre todo en la isla de Chiloé, muy fuerte. La isla Chiloé se caracteriza específicamente, entre otras cosas, por tener una mitología muy rica, pero por otro lado por tener eh, una cantidad de iglesias eh, demasiado alta para la cantidad de habitantes que viven y que vivían. De hecho hay 11 iglesias reconocidas como patrimonio de la humanidad, que son eh, digamos de esa misma época, porque el catolicismo estaba entrando de forma muy muy violenta y estos eh, brujos, entre comillas, eh, atentaban contra el pensamiento religioso de ese momento. <risa> hay que entender también que Eh, si lo vemos hoy día con, con nuestra visión actual, con nuestro criterio actual, hacer un juicio en realidad desde la razón a lo que significa el pensamiento mágico, pensamiento mítico, la verdad es que es bastante complejo porque esto, esta comunidad de brujos que, que eran colonias independientes eh, también tuvieron pugnas entre ellos muy propias, ¿no es cierto? de gente que de una u otra forma tenían conceptos tan tolquianos o tan de Game of Thrones como, por ejemplo, los reyes de la Tierra, por uh -huh. decirles un nombre. Entonces, eh, cuando se genera este, este este juicio contra estos brujos, por sus pugnas, eh, por sus, eh, entre comillas, muertes, entre ellos también, sale a la luz la historia completa que data de 100 años antes, es decir, específicamente del año 1786, cuando un eh, coterráneo de usted un navegante español José Manuel Moralea hizo unos estudios cartográficos en todo lo que era el sur de Chile en pleno periodo de la colonia chilena ya antes del proceso de la independencia de la colonia española que fue a partir de 1810, cuando éramos colonia, eh, en esa época eh, ciertos estudiosos, navegantes eh, venían acá y hacían sus correspondientes eh, análisis o estudios Moralea fue uno que se encargó de hacer cartografía en casi todo el territorio austral chileno o todo lo que llaman ustedes la Patagonia. Pero en realidad bueno. no eran no eran brujos entonces en origen, sino que lo que eran eran conocedores de la zona, no me imagino que de hierbas o así, y por contraposición a la posible religión que llegaba de, de los españoles cuando llegaron allí, ¿fue cuando se les empezó a llamar brujos o ellos hacían allí algún ritual de sacrificio? Más que, o sea, tenían rituales de sacrificio, pero no de gente viva. Uh -huh. O sea, había, habían sacrificios y habían iniciaciones dentro de las cuevas, que es donde voy ahora específicamente a detallarles, porque eh, es una cosa increíble. Eh, José de Moraleda, aparte de ser un navegante y un cartógrafo, también tenía cierto conocimiento esotérico. Yo en, en su biografía no pude detectar si pertenecía a alguna otra eh, eh, estructura u orden Hablemos eh, Rosa Cruz, Masónica, pero la verdad es que el hombre conocía acerca de eh, estudios respecto al pensamiento esotérico. Y cuando llegó a Chiloé y se dio cuenta de esta situación, porque se lo comentaron los mismos lugareños, él dijo yo quiero hacer una especie como de duelo con la persona que más tenga conocimiento eh, esotérico o más conocimiento oculto de acá y llegó una una bruja que en el idioma Mapudungún, que en el caso de ahí en este sector son los huilliches, que son los mapuches del sur, llegó una mapuche, una, una, una machi, que es una suerte como de sacerdotisa, llamado eh, Chilpila, y e hicieron un duelo, hicieron un duelo del cual ganó la machi, y con la impresión De, de, de Moraleda que lo dejó registrado en, su, en sus escritos por algo esta historia después se supo él le entregó un libro un libro sagrado eh, que se llama o tiene un nombre llamado Tenaun que es como el libro del conocimiento y le dijo a partir de ahora usted en realidad eh, supera todo lo que he visto en el mundo bueno, ese, ese es el inicio de lo que se llama la recta provincia porque ese conocimiento esa, esa machi lo transmitió a distintas agrupaciones donde se reunían en las llamadas cuevas que ellos tenían que para para ellos la cueva simboliza muchas cosas, hay un lugar que se llama Quicadía específicamente que hoy día es un es un lugar de, de de turístico donde uno puede ir a las cuevas de los brujos de Chiloé y ahí uno entiende más o menos cuál era el concepto de ellos porque aquí no estamos hablando de como bien tú dices Silvia De, de, de, rituales eh, muy conocidos o, o popularmente no sé eh, hoy día ha tratado de, de encasillar casi como con el ocultismo, con el satanismo, no no no. Este era gente que tenía conocimiento esotérico, conocimiento ancestral, milenario, y en cierto modo ellos eh, adoraban y, y hacían ciertos rituales para poder eh, en cierto modo ostentar poderes de la naturaleza, me refiero a los poderes de, no sé, de la noche, de los ríos, de la, del mar, ¿no es cierto? Entonces, en cierto modo, eran estudiosos del mundo oculto, que el esoterismo viene desde prácticamente el origen del ser humano, cuando se reúnen las primeras tribus, siempre había alguien que tenía mayor conocimiento, entre comillas, espiritual que otro, y ellos eso es lo que hacían. Y en sus rituales había también el nacimiento de ciertas criaturas que posteriormente van a ser quizás como el desenvolvimiento de otras eh, leyendas y de otros seres mitológicos que hasta el día de hoy se conocen de ese sector de Chile, como el Trauco, como que sé yo, hay un barco que está, que ha navegado por años, el barco fantasma llamado Caleuche, y que esta gente le hacía ciertos rituales y ciertos eh, agradecimientos por algún tipo de favor concedido, algún tipo de petición, o simplemente por el respeto a estas ciencias ocultas que ellos manejaban. Esa es como la, la, la, la génesis, así nace esta, esta comunidad, y que después, como señalé en un principio, este gobernador le hizo le hizo un juicio y ordenó prácticamente apresar y exterminar a cada uno de los brujos de ese entonces, lo cual terminaron eh, escondiéndose. Y yo si lo puedo hacer como un símil para que se entienda una analogía, es muy parecido con lo que pasó con eh, Clemente V y el rey eh, Felipe IV de los Capetos cuando ordenaron no es cierto el exterminio de los templarios, Fue algo muy parecido por supuesto con sus diferencias sustanciales, pero es algo muy similar. Él Vamos, no, el, el sálvese pero, que, quien pueda, ¿no? Hay que salir claro, huyendo es, porque nos van a matar. Como sea. O sea. Parte de estos brujos salieron de la isla Chiloé y fueron transmitiendo ese conocimiento en otras localidades de muy próximas o cercanas, eh, alrededor de la isla, y hasta el día de hoy se conserva como unas verdaderas tradiciones que se transmiten de generación ah, en generación. Con lo cual, en cierto modo, sigue esa tradición diferente, pero pero sigue. ¿Hay una herencia todavía viva de aquella comunidad? Totalmente, totalmente, porque, por ejemplo, hasta el día de hoy hay ceremonias que se ha, ha, solamente han quedado las huellas o los registros donde existen estas cuevas, como por ejemplo la Escuela Kikadi, que cuando se le ha consultado a gente que ha estudiado este tema, y hay un, un estudioso del pensamiento esotérico chileno que se llama Sergio Fritz, que escribió el libro La Recta Provincia, y él muy bien describe por qué en esto, estos eh, señores, estos brujos, estos eh, iniciados, hacían sus ceremonias eh, sin la vista de los famosos llamados profanos, que eran los que estaban fuera de lo sagrado, eh, dentro de las cuevas, y simplemente porque para ellos la cueva significa algo oculto, algo oscuro muy similar al, al, al útero donde se hace el nacimiento de una nueva entidad que está a la par o al conocimiento de, de lo que ellos en fondo practicaban ¿En las cuevas estos brujos dejaban algo escrito o pintado? No, solamente ya en huellas de sus reuniones, lo que sí que quedó en la transmisión oral y eso es muy interesante eh, hay un hay un tipo de luz que se llama anchimalén que es el que es una luz eh, que se por los mapuches del norte es conocida como la lunpala como los mapuches del sur los huijiches los de Chiloé es conocida como verdaderos duendes ya que se formaban después de que un hueso de cualquier parte de, del cuerpo de un nonato, de un bebé no nacido era quemado y esa ese ese, ese espíritu de ese no nacido se juntaba con otras entidades formando esta esta interesante mezcla luminosa que se veía en muchas otras partes. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay un escrito, un escrito muy interesante, que es del año 1908, que es de un, de un capitán de un barco que se llama Huemul, eh, el capitán se llama Augusto Prat von Seitz. Él era sobrino del héroe máximo de, de la Armada chilena, que es Arturo Prat Chacón, y falleció en la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, en el año 1879. Eh, él eh, describe en una carta a un amigo, que se envía ese mismo mes, estoy hablando de, de marzo del año 1908, y en el canal de Moraleda, frente a la isla de Siloé, observa dos luces salir del agua, las cuales hicieron un juego muy extraño, se juntaron y se fueron volando a ras de agua hasta perderse hacia el sur. Entonces le, le contaba a su amigo a quien le escribió la carta que estaba muy contento de haber visto el caleuche, que es este barco pirata que yo le señalé, que originalmente era un naufragio de cientos de años atrás y que parte de estos brujos en algunos momentos lo veneraban, ¿A qué quiere llegar con esto? No, no es porque me, me, me interese de sobremanera más el tema de la ufología, pero si usted ve el libro Pasaporte Magoña de Jacques Vallée, en uno de sus capítulos señala un texto que se escribió Eh, en 1600 y algo por un monje escocés el cual relataba los elfos, duendes y hadas que molestaban a los campesinos de Escocia en la Edad Media y señalaba características muy similares a las de las luces que vio el capitán Pratt von Seitz como de las mismas luces que son los Anchimalen y que después en 1943 se describen como los fofighter en la Segunda Guerra Mundial por ende, y aquí es donde hago mi, mi, mi conclusión ...es que estamos frente a un mismo fenómeno... ...o distintos fenómenos... ...pero que son similares a través de la historia y han tenido la interpretación humana de acuerdo a la época y a la cultura del hombre de ese momento y la verdad es que no deja de ser curioso que eso pase en diferentes contextos, pero que el fenómeno sea el mismo la isla de es. Chiloé esa comunidad de brujos, esas historias apasionantes, extraordinarias que nos ha contado esta noche aquí desde Chile el piloto Rodrigo Bravo muchas gracias Rodrigo, Cuídate mucho Marzo. A usted, Bruno, sirve un gran abrazo y nos escuchamos pronto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es hora de hablar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 el destino y de la fábrica de hielo el olvido encuentros cercanos hay personas que han entregado su fuerza y su capacidad a conocer el mundo del misterio que se han dedicado a la búsqueda de testigos a la búsqueda de testimonios toda su vida por no tiene que ver contigo oh. Eran los años en los que yo soñaba con conocer algo de estos temas y siempre leía cosas en del sur y casi siempre salía su nombre. Era el nombre de alguien que investigaba, buscaba, recorría miles de kilómetros. Esperaba pistas, eh, tenía olfato. Ese alguien se llamaba José Luis Hermida y lo tenemos aquí en los encuentros eh, cercanos. José Luis, muy buenas, ¿qué tal? Bruno, encantado de estar con vosotros y con todos vuestros oyentes. José Luis, eh, supongo que no llevas una cuenta, pero ¿más o menos a cuántos testigos de lo insólito has entrevistado? Pues mira, el otro día me pregunté eso mismo. Por una casualidad, estaba contando y yo creo que pues, entrevistas positivas, directas, con charla personal, más de 500. Más de 500... Más de 500 de, de todo tipo de temas, desde, desde temas de fenómenos omni eh, hasta poderes de la mente, como el caso de la telepadilla entre gemelos, hasta apariciones en carretera, eh, personas que han vuelto del túnel, pero todas personalmente, ¿eh, Bruno, y grabadas y filmadas. Recuerdo que hace muchos años, eh, cuando leía tus informes, eh, cuando llegaban eh, las referencias eh, de lo que hacías eh, tú y tu grupo, eh, era importante porque entonces eh, los eh, periodistas se podían o no dedicar a esto, pero había mucha gente que no era periodista y que estaba buscando el misterio, estaba buscando sobre todo el testigo. No hacía falta ser eh, periodista para poder eh, poner un micrófono delante. Es más, eh, la gente que ha nutrido lo que ha venido después es gente que, eh, bueno, ha investigado, fundamentalmente ha investigado y ha cogido el coche y se ha ido a la carretera. Exacto. Yo durante cuarenta y tantos años he estado todos los fines de semana en carretera buscando testigos o montando mis propias observaciones o controles o investigaciones en sitios donde se decía o, o había testigos que declaraban que allí habían pasado cosas. O sea que No sé mucho de cine, no sé mucho de bares, pero de naturaleza, de campo y de personas, todo lo que haga falta. ¿Cuál fue la primera vez, el primer caso, ante el cual dijiste, bueno, bueno, caray, aquí hay algo, aquí hay algo extraño, algo que no se puede medir o tocar según los parámetros científicos? Sí, bueno, hace muchísimos años me contaban... en ...en mi pueblo, mis vecinos, historias de, de, de nubes que volaban... ...y que se veían en el cielo, nubes de luz... ...que se desplazaban de un sitio a otro... ...y entonces yo pues empecé a intrigarme... tendría una edad de 10 años, 12 años... ...empecé a intrigarme con esos cuentos mágicos... ...yo yo soy gallego, con esos cuentos mágicos de las nubes... ...que se desplazaban de la, de la Santa compañía, ...de las procesiones de, de fantasmas... ...y eso me quedó me quedó totalmente cogido... ...luego ya en época más moderna... ...ya cuando ya era un poco más adulto... ...tuve un caso que lo viví yo... ...espectacularmente en el Coto de Doñana... ...donde con otras personas pues vimos... ...fotografiamos un objeto... ...a una distancia de menos de 100 metros de nosotros... ...a una altura de 3 o 4 metros del suelo... Con, ...como una especie de cúpula luminosa... ...y que proyectaba un rayo de luz hacia, hacia el suelo... ...y perdimos, perdimos tiempo, perdimos en esa observación tiempo... ...no supimos dónde había ido ese tiempo... ...y desde entonces pues me ha traído de una forma poderosa... ...todo lo que es el misterio... ...todo lo que es el fenómeno ovni... ...y no solo el fenómeno ovni sino el poder de la mente... Eh, ...las pérdidas de tiempo que se producen... ...cuando se dan estos casos y estos fenómenos... Y todo lo que es el estudio, por ejemplo, de la telepatía entre gemelos y de todas esas cosas de, de vuelta de personas a través del túnel o de presencia de personas que se han ido y vienen a ayudar. entonces eso me ha apasionado siempre y ahí está metido. Ya sé que es eh, muy difícil que hay muchos casos eh, extraños, eh, pero si te preguntara, el primero que te viene a la mente, ¿el más extraño de todos los que has conocido e investigado, o uno de los más extraños? Sí, te podría decir cientos. Déjame, claro. por ejemplo, el abuelo, el abuelo de Sierra Mágina, me ha marcado definitivamente. Es un caso que no conoce nadie, que no se lo han contado a nadie. Sierra Mágina, Zahén, yo tenía un unas amistades por allí y en algunos de esos bares de pueblo, de esas tabernas de pueblo, fui oyendo que había una familia que el abuelo y el nieto habían tenido una experiencia en el fenómeno OVNI pero que no querían contarla. De hecho, ellos vivían en medio de ninguna parte, vivían en la ladera de una, de una montaña, en una tierra árida, totalmente inhóspita, vivían de la pensión de... ...del abuelo, la madre, el abuelo y el niño, el nieto... ...y de, de una pequeña huertecita que a, a, con mucha dificultad pues cultivaban unas gallinas y demás... ...y el abuelo pues todos los días de verano salía a pasear con el niño por los alrededores de la casa... ...casa solitaria totalmente y le regalaba estrellas... ...es decir, le decía el nombre de una estrella, esta se llama el de Barán, esta se llama Mizar... Y entonces el niño pues consideraba que esas ya eran suyas. Y cada vez que salían, abuelo, mira mi estrella Aldebarán, mira mi estrella Misar. Un buen día vieron varias estrellas que se movían. Se movían y se entrelazaban entre sí. Y una de ellas cayó a tierra, como si fuera una bengala del tamaño de una pelota de ping-pong. Cayó a tierra. De esa bola de luz en tierra se fue levantando una raya, una raya vertical totalmente. ...esa raya vertical se abrió en una puerta... ...como en una especie de puerta de luz... ...el abuelo se asustó y el nieto se asustó, claro... ...se escondieron entre unas pequeñas rocas que había... ...se tumbaron entre unas pequeñas rocas que había... ...y entonces empezaron a ver como de esa puerta... ...salían y se movían sombras... ...no no es que salieran exactamente... ...se movían como en una habitación dentro sombras... ...de forma, de forma tipo humana, humanoide... ...y de pronto el nieto dio un grito y dice... ...abuelo, abuelo, esos somos nosotros, estamos ahí... ...porque se veían como si fueran en un espejo, reflejados... ...el abuelo le tapó la boca y lo, lo echó hacia, hacia el suelo... ...en ese mismo momento la puerta se cerró, se convirtió en una línea... ...la línea bajó, se convirtió en una bola y esa bola se disparó al cielo... ...se juntó con otras dos o tres y se alejaron a una velocidad increíble... Cuando yo llegué allí, el abuelo pues estaba ya un poco alterado en sus condiciones mentales, la mujer no se extrañaba como yo había llegado, no se podía llegar en coche, había que ir andando bastante tiempo, y, y me dijo que bueno, que si yo le daba mi mi palabra de caballero de no contarlo de forma que pudieran nunca identificar ni el sitio ni a las personas, pues ya que estaba allí me lo contaba. Ella me lo contó, dijo que lo que más le había sorprendido es que se fueron como todas las noches, ella los llamaba para que volvieran, no obtenía respuesta y ya estaba dispuesta a bajar al pueblo a pedir ayuda. Cuando ellos volvieron le dijeron, pero si no nos hemos movido de aquí, de al lado de la charca, y, y hemos estado diez minutos, y había pasado una hora y media. Eso me impresionó, porque el abuelo no dijo nada. Cuando ya me iba, lo único que sonrió y susurró el abuelo es, sí, se abrió una puerta, una puerta se abrió en el cielo. Es lo único que dijo, con Dios, amigo. Cuando volví ya el abuelo había muerto y la señora me contó que el hijo, a partir de la muerte del abuelo, iba todas las noches a esa zona que estaba muy cercana por demás a casa para ver si se abría esa puerta y veía al abuelo que se había ido. Eso me impresionó profundamente. Jolines, ¿eh? qué historias, eh? ¿Qué historias eh, tan fantásticas eh? conocisteis aquellos investigadores, eh? Tú tu eras ahí consciente, eres ahí eh, consciente de que los informes eh, que hacíais eh, después de aquellas investigaciones, esos eh, textos, en máquinas eh, de describir de las de antes, sí, sí, porque con papel de carbón, sí, sí, sí. Porque transcribíais absolutamente todo, todo, todo. ¿Todo? Todo. todo, O sea, todo. No, no, no hacíais, hacíais también copias de las cintas, eh, pero es que todo lo que os decían los testigos eh, lo copiabais eh, tal cual, ah, lo transcribíais eh, tal cual. ¿Y lo leíamos a gente que nunca sabíamos eh, de vosotros? Es porque eso nos pasaba. Sí, sí, porque no, en aquella época, bueno, y yo todavía ahora, no, no había un afán un afán prioritario de publicar, de que te conocieran, mm. de porque tampoco había muchos medios, ¿no? Eh, era el afán de atesorar esa, claro, esa investigación, tenerla para ti y comentarla con tus amigos que trabajaban en esto, que les gustaba esto, ¿no? Y a veces, pues, en pequeñas, en, en pequeñas revistas que había por aquella época también, pues, publicábamos para que, llegar a más gente, pero eso fue una de las cosas que a mí más me impresionó en el fenómeno y luego hay muchísimas otras cosas que me han impresionado en otros temas, pero eso me hizo pensar que hay una pérdida de tiempo que esa comunicación tan mágica entre el abuelo y el nieto que yo siempre adoro esa comunicación de entre la experiencia, la inocencia y la juventud y, y que le va regalando estrellas y que de pronto ven eso y que luego el niño va a buscar La, ...al abuelo a ver si se abre la puerta... ...porque él estaba convencido de que el abuelo... ...se había ido por esa puerta... ...y luego volví, años después volví... ...el abuelo ya había muerto... ...el niño ya era casi un hombrecito... ...y la madre se, se, se iba a ir de allí... ...y decía que no quería que su niño... ...viviera en esas circunstancias tan... ...tan hostiles... ...el niño quería estudiar biología marina... ...y la tercera vez que fui ya no había nadie... ...nadie y la casa estaba semi derruida... ...por eso nunca dando el nombre, nunca dando la localización exacta, pues me he atrevido a contarlo. Fíjate, yo cuando era un chaval, era un niño, iba por eh, pueblos, eh, bueno, le llamábamos investigación entonces, eh, pero yo recuerdo que una de las personas con las que iba siempre Jesús eh, Martínez, un investigador en Aragón, sí. eh, del tema OVNI, eh, me decía... Había dos frases o dos cosas eh, de las que me decía que yo intentaba aprender. Una de ellas era, hay sitios en los que le das una patada a una piedra y salen casos OVNIs, pero hay que venir a ellos, hay que ir a los bares... Eh, de los pueblos, hay que preguntar, hay que hacerse amigo. Y otra cosa que me decía es que qué bien trabajan en estos temas la red de corresponsales de Andalucía. Sí, y tú eres un miembro sí. de ellos, ¿no? Yo, yo, yo era un miembro de ellos con Rueda Gamontiel y sí. Enrique y Enrique Vals, desgraciadamente fallecidos. Sí, sí, teníamos una investigación súper, super activa Eh, eh, también con equipos de, de Barcelona, estábamos unidos con el CEI, Centro de Estudios Interplanetarios y demás, pero la red de corresponsales hacía ese trabajo infinito. Y Joaquín Mateos Nogales, aquí también, con Manolo Filpo, hacían junto con nosotros unos estudios, como tú dices, pormenorizados, casi casi anotábamos cuando cuando el testigo respiraba y si, no, leía, si no reía todo. Todo. Anotabais todo. absolutamente todo, es que en esos informes, eh, que de un caso relativamente sencillo se hacían decenas y decenas de páginas, <risa> y ahora nos matamos por sí, eh, decirlo, sí, por que seguramente igual ha matado un poco la investigación de campo, ha matado un poco las prisas por querer notificar algo, por ser el primero, y ser el primero significa eso, ser el primero, no ser el mejor. Claro, claro. Y Bruno, mira, tú decías hace un momento una cosa que me ha recordado esos tiempos. Decías, ir por los pueblos, por los pueblecitos pequeños, donde a veces la carretera era de tierra y de barro. O sea, de barro si llovía, de tierra y piedras batidas. Llegar a un barcito que no era tal bar, era la casa de uno de los agricultores, donde te vendían algunas latas de conserva, te hacían un café de puche, vete, uh -huh. ¿eh? sí, sí, si querías te lo hacían sobre la marcha y ese sitio donde tú te sentabas en unos bancos corridos con una mesa desvencijada y destartalada y que llegaban dos o tres parroquianos a pasar un rato y que te miraban con una cara de sorpresa y tú entonces le decías quiénes eran y te empezaban a contar, te empezaban a contar cosas. Y, y se extrañaban, decían, ya te interesa esto, claro, <risa> aunque estaban contando claro. cosas apasionantes eh, pero no concebían que eso pudiera interesar. Claro, claro. Y con una filosofía, con una filosofía que ya quisiera yo que muchos de los filósofos que publican libros y libros tuvieran esa filosofía sobre la vida, la naturaleza, el cosmos y el más allá, en sus palabras. Y eso te enriquecía profundamente, profundamente. O sea, una, de, una de las zonas en donde encontrasteis muchos casos se puede decir que es un enclave ovni, en este caso dos hermanas, gerena investigaciones, sí. en muchos casos eh, por allí sí, sí, sí, en el aljarafe sevillano, sobre todo lo que nosotros llamamos el triángulo magnético gerena, eh, Adnalcollar, eh, olivares el castillo las guardas tenemos casos impresionantes pero hablaos directamente con los testigos y con fotos del sitio y bueno, increíble, yo me estoy recordando, ahora me estoy acordando de un caso, de una pareja que venía de, de una fiesta de, en Aznalcóyar, era en los años ochenta, o sea que, fíjate tú, tenían eh, un toque de queda, por así decir, a las diez de la noche, llegar a, a, a eh, perdón, sí, a Aznalcóyar, venían del castillo Las Guardas, y de pronto empiezan a ver como unas nubes rojas en el cielo. ...se meten por un caminito... ...para apartarse de la carretera... ...un caminito... ...el único camino donde hay una serie de peñascos... ...medianamente grandes... ...se bajan del coche y ven como el cielo se abre... ...como si fuera una cervatana... ...como si fuera un uso... ...como un diafragma además de una máquina de fotos... ...y sale como una pompa de jabón inmensa... ...y en medio de la que ven perfectamente... ...una lenteja gigante... ...ellos decían una lenteja gigante de color verde, instantáneamente ven como otra de color azul, quedan flotando como pompas de jabón en el aire y de pronto a una velocidad increíble desaparecen se cierra el túnel y todo queda aparentemente igual, ellos quedan sobrecogidos encima del pantano de eh, escondidos tras unas piedras sin embargo ella dice, pero no ha pasado todo, pero todavía están ahí, pero todavía no se han ido, era diciembre 22 de diciembre, al cabo de un ratito notan un aire caliente, un aire cálido que le revuelve el pelo y ven como aparecen otra vez las pompas verde y azul, se abre el diafragma rojo y esta vez ven como un pasillo enorme hacia el cielo, se meten, se cierra y como si le dieran un golpe en una de las puntas, se aleja dando tumbos y dando vueltas ese pasillo. Me acuerdo cuando los niños jurábamos a poner un palo y a darle con otro para que saltara. Evidentemente llegaron al pueblo una hora y pico más tarde de la cuenta, lo que le costó a ella pues, no volver a salir en tres meses de casa. Casos así que te cuentan en una taberna, en un, un, tomando un café, en un banco de un parque, porque no se atreven muchas veces, mira al café para que no para que no sepan quién te cuenta la historia, eso te llena, te llena totalmente. Fíjate, y mencionas a la collar, algunos eh, casos se eh, produjeron así, eh, casos eh, como los que te comento porque conocisteis eh, muchos hay eh, casos de persecuciones, eh, persecuciones eh, por parte de esos extraños artefactos a coches, había muchos eh, casos e investigasteis, muchos. Sí, muchísimos casos de persecución, incluso donde los testigos se bajan del coche y se meten debajo del coche, intentando meterse bajo el coche para protegerse porque aquello les pasaba por encima. Si las carreteras hablaran, hay investigaciones que, que tenemos en carreteras donde después de un accidente mortal y de una colisión múltiple, lloviendo como está lloviendo hoy aquí, infernalmente, ...pues aparece un sacerdote con clericman... ...que no venía de ninguna parte... ...y ante el asombro total y general... ...de los de los que estaban allí... ...tratando de acercarse a la mediana a la carretera... ...se dirige al primer coche que encuentra... ...pregunta, ¿hay algún herido aquí? Y le dice el, el compañero, Carlos... ...le dice, pues mi novia que le duele muchísimo el cuello... ...él se acerca por la ventana... ...le coge la cabeza dice nadie que se haya parado a atender a cualquier herido de este accidente va a sufrir nada ella nota unas manos gélidas, gélidas gélidas y automáticamente se recupera de todo, este hombre se dirige al centro de la carretera y ante la vista de todos desaparece luego se reúnen ...porque llovía mucho, se reúnen en Sevilla el día siguiente... ...y todos hablaban del cura, que no venía de ninguna parte... ...no había ni coches, ni motos, ni bicicletas, ni venía de ninguna parte... ...llovía cántaros, él no se mojaba y curiosamente flotaba... ...cuando todos trataban de preguntarse cómo se movía, flotaba... ...o sea, casos así, hasta la aparición de Caperucita Roja en la carretera... ...que tiene una conductora que frenar para no atropellar a una Caperucita Roja que se agacha en una carretera en la mediana a coger, a coger algún objeto y ella le ve las manos blancas en medio de esa túnica con capucha roja, pues de esos casos a montones. ¡Jolines! Y, y lo, que te, lo que te pone el vello de punta es luego ir tú a esos sitios, ¿sabes? Claro. Y pasarte días y días diciendo, aquí pasó esto, ¿cómo claro. se explica? Claro, y, y porque fíjate que había un lenguaje. Eh, tú mencionas lo del cura este, seguramente lo más que se parecía a un cura únicamente por lo que el testigo interpretaba como una sotana pero pero, no pero pero nada más, pero se utilizaba un lenguaje, entonces. Sí, sí, sí, era un man con alzacuello en este caso. Y él decía que era, pues él me, me lo dibujó, incluso 20 años después me lo dibujó, sí, sí. era como una especie de avatar, era una especie de, de cara muy nórdica, con los ojos intensamente azules, eh, extremadamente eh, bello, según decían todos los testigos, y que no tenía objeto ninguno, porque hicimos averiguaciones de si había algún cura por algunas parroquias de allí, si había habido algún accidente, nadie conocía del cura ni nada de nada y esas cosas pues son las que te, te llevan a, a, a seguir investigando como el obtener una foto que conseguimos en un ayuntamiento de aquí de Sevilla en el ayuntamiento de tomares una foto de una dama vestida de época bajando por la escalera por la escalera principal del ayuntamiento pero es que allí no había nadie no había nadie porque estaban fotografiando los paños de, de azulejos para reparar ...y allí no había nadie... ...estaba ya todo cerrado... ...y de pronto al al revelar la foto... ...aparece... ...y todos los expertos dicen que era... ...una foto imposible... ...allí no hay nadie, no hay truco, no hay montaje... ...no hay nada, pero allí está la mujer. ¿Tú crees, eh, José Luis, que volverán esos tiempos... ...de la investigación o es pasado? Yo, mira... ...Bruno, con la pasión... ...con los pocos medios... ...y con el amor... ...a esa investigación creo que no, hoy en día hay muchas formas de, de comunicar cosas muchas de ellas no están prácticamente contrastadas, las redes sociales que son tremendamente útiles muchas veces lo que hacen es crear auténticos, auténticos mitos yo recuerdo que nosotros apuntábamos la dirección de cada testigo su carnet de identidad su teléfono, todo, todo todo, todo para que nadie pudiera decir eso te lo has inventado, ¿sabes? Y cuando alguien no nos quería dar pues públicamente su nombre y su dirección, le prometíamos bajo nuestra palabra de honor que jamás saldría, pero nosotros lo anotábamos y, y luego le poníamos otro nombre, ¿sabes? Pero en nuestros archivos estaba anotado. O sea, tú vienes y me dices, ese caso te lo has inventado. digo, bueno, pues mira, aquí está el nombre, aquí está la dirección, aquí está esto, aquí está esto. No se puede hacer público pero tú lo puedes comprobar solo con coger el teléfono y hacer una llamada José Luis Hermida ha sido un enorme placer conversar contigo que nos eh, cuentes esas eh, miles y miles de experiencias de vivencias de entrevistas que tienes a testigos eh, casos eh, que conoces es eh, un auténtico y eres un auténtico pozo de sabiduría en estos eh, temas José bueno, Luis bueno, muchos años y aunque solo sea por los años algo se te va quedando eh, y porque los cuentas eh, con una pasión eh, que, que todo el mundo lo está yendo y todo el mundo lo está sintiendo Eso sí, y muchas gracias a vosotros a programas como el vuestro que lo tratan con un respeto exquisito todo lo que tratáis y entonces es como, como una justificación de todo lo que has estado haciendo, pues se cumple al poder comunicarlo de esta manera José Luis Armida, mil gracias un abrazo gracias a ti, Bruno. Un abrazo cuando tú quieras, hasta luego Es hora de hablar La quimera de otra vida. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Cine, cine del grande, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, con José Manuel esquibano José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, José Manuel, parece, parece que dentro de unas horas, eh, en la fase 1, en algunos sitios, sí, todavía en otros eh, nos mantenemos un poquito en fase 0, pero bueno, sí. el mundo va a avanzar, y también va a avanzar un poquito, pero va a avanzar el mundo del cine. Ya empieza a ver luz al final del camino. Efectivamente, así es, y poquito a poco vamos avanzando, de momento, como ya hemos comentado estas últimas semanas, todas las distribuidoras y todas las eh, plataformas eh, están ofreciendo sus productos para que puedan volver el cine en casa, pero claro, lo que queremos todos es volver a la calle y volver al cine, ya falta menos, Bruno, ya falta menos. Hay una película que fue muy importante en la historia del cine, y fue muy importante yo creo que para mucha gente, y mucha gente de mi generación, y cuando la vi cuando esta película se hizo grande dices y pensé pensé seguramente lo mismo que muchos pues mi camino vital no ha sido tan equivocado fue cuando vi el poeta el club de los poetas muertos señores cuáles son los cuatro pilares tradición honor disciplina grandeza arriba estándar, La pero... academia welton para chicos Un lugar para la educación de los futuros líderes de América, una institución dedicada a los logros, la virtud y la conformidad. Un colegio cuyas rígidas normas son defendidas por todos los profesores, excepto uno. Vamos, señor Abernathy, lo sabe. Señor Anderson, vamos, eso es usted un hombre o una meba. El lenguaje fue desarrollado con un propósito que es para comunicarse. No, para cotejar a las mujeres. Señor Houston Pictures presenta a Robin Williams como John Keating, profesor. Fue José Manuel una película sí. que nos enseñó a muchos, a el que había dos caminos. El camino recto, el camino de siempre y el camino curvo, el camino de las metáforas, el camino, bueno, pues, el camino un poquito del corazón, ¿no? Efectivamente, qué bien, bien lo explica Bruno. Te acuerdas muy bien de la peli y yo también, y yo creo que todo el mundo. quien sí, no se sí, acuerda sí. del Club de los Poetas Muertos? Es del año 89, ¿eh? ya. Jolines. De poquito. la película la dirigió Peter Wade y el guion es de Tom Shulman que ganó el Oscar, el Oscar el mejor guion eh, original con esta película, Peter Wayne, el director, y Robin Williams, los dos que es Robin Williams es el protagonista como acabamos de oír, los dos estuvieron nominados pero fue el guión de Schulman el que se llevó el Oscar. Bueno, con Robin Williams aquí estaban unos chavales entonces casi desconocidos como Ethan Hawke y Robertson Leonard, que después han hecho una carrera realmente importante de Ethan Hawke, por supuesto, eso es un, una mega megaestrella, además director también y guionista, un, un, eh, una auténtica megaestrella de Hollywood. La película cuenta, pues como acabamos de oír, este ambiente que se vive en esa prestigiosa institución que es eh, la Academia Welton. Bueno, pues allí eh, disciplina, honor, eh, bueno, esas palabras grandes que impregnan el frontispicio de todas las instituciones académicas y escolares, ¿no? Acaba de empezar el curso y llega un nuevo profesor, que es este John Keating, el personaje inolvidable, del también inolvidable, desgraciadamente, Robin Williams, y bueno, pues empieza el curso, el profesor y sus alumnos empiezan a tantearse un poco como sucede siempre, y pronto los alumnos, sobre todo... Los protagonistas, eh, Todd Anderson, que es el personaje que hace Ethan Hawk y Neil Perry, que quiere ser poeta, es el personaje que hace Robert Leonard, Pues que quiere ser actor, quiero decir, el personaje que hace Robert Sordeon, pues empiezan a destacar, bueno, la película es un auténtico diálogo académico, pero sobre todo humano, poético, trascendental, entre este profesor que les enseña, entre otras cosas, a saber lo que significa eso del carpe diem, que después hemos repetido hasta la saciedad todo el mundo, ¿verdad? El profesor y sus alumnos contra viento y marea, porque claro, los métodos de estos profesores a la institución casi nunca le parecen bien. Y esa institución, esa eh, especie de sociedad secreta, que forman el club de los poetas muertos consigue llevar al triunfo académico de momento y me imagino que en el futuro también personal a los alumnos y a su profesor este John Keating, como decía, inolvidable la verdad es que el mundo del cine ha tratado de forma estupenda nos ha presentado esas historias esas relaciones entre profesores y alumnos que han sí. sido tan importantes para unos y para otros porque el profesor necesita de los alumnos y los alumnos necesitan de profesores que les cambie en la vida sí, y, y en esta película ¿cuánto se muestra eso? esta película cuando alguno critica las subvenciones eh, que no han existido pero la idea que hay detrás de eso pues deberían ver esta película sí. y se darían cuenta de lo que se han equivocado toda su vida Pues efectivamente, así es, así es. Profesores y alumnos eh, que también aparecen en una película, en otra película que ya es un clásico, en la película La Clase. <risa> vale ya, vale ya, vale ya, eh, eh, eh. eh, Un poco de calma. ¿Era necesario qué, que Estuviese. ¿Estuviese? Que estuviese. Por supuesto. ¿Pero de verdad? ¿Qué le voy a decir a mi madre era necesario que sea, estuviese se hablaba así en la edad media no, en la edad media no, me dejáis que conteste a la pregunta tiene mi permiso lo primero que veo es que antes de estudiar un tema, en este caso el del pretérito imperfecto del subjuntivo, ya me estáis diciendo que no sirve para nada empezad por dominarlo y después podréis cuestionar su utilidad la clase fíjese bien en lo que pone, si lo que tienes que decir no es más importante que el silencio, entonces cállate Suleiman, si pudieras escribir cosas así de interesantes en tu hoja en vez de en tu brazo sería maravilloso. Creo que se está usted pasando un huevo. ¿Ah, sí? Yo no creo que me esté pasando para nada. Todo el mundo lo piensa, que se pasa usted un pero Una película del oranjo, Yo no te he tocado, así que tú no me toques. Te he dicho que no me toques. Una película, José Manuel, que dice cosas muy interesantes y muy buenas. Muy interesantes ¿eh? y, y además esta película es un pedazo de realidad. Una película francesa de Grand Canté ganó La Palma de Oro en Cannes y estuvo nominada al Oscar a la mejor película de lengua extranjera. Eh, François Begaudot, Angélica Sancho, Arthur Fogel, son los protagonistas. Son chavales completamente desconocidos porque, como digo, la película es un pedazo de realidad. Grand Canté eh, ha metido la cámara... ...entre las paredes, que es como se llama la película en su título original francés... ...ha metido la cama entre las paredes de un aula, de una clase... ...y ha retratado a este profesor, François Marais... ...el personaje que hace François Vegado, con sus alumnos... ...los alumnos son unos chavales de 14 y 15 años de un suburbio de, de, de París... Y a lo largo de todo un curso lo que vemos es las vicitudes de este profesor y de estos alumnos que naturalmente no entienden nada de lo que les cuentan. El pretérito imperfecto de subjuntivo. Madre de Dios mía. Bueno, al realmente algo complicadísimo para unos chavales que son de extracción humilde, que vienen además de todas las etnias y de todos los rincones prácticamente del mundo donde hay una posibilidad de que vayan eh, a Francia a sus padres. Y bueno, es una película llena absolutamente de humanidad. Humanidad. El cine francés ha mirado con absoluta atención el mundo de la enseñanza. Eh, hasta hace bien poquito, bueno, está en los estrenos estos de los que hablábamos de las plataformas, Los Profesores de Saint-Denis, que es una película auténticamente inspirada en esta de Laurent Canté, porque sigue el esquema casi, casi, secuencia a secuencia, ¿no? Eh, la, de, la, de François, la de Laurent Canté fue una de las primeras, si no la primera, que dio paso a este gran auge de las películas del cine francés sobre la enseñanza. Una película, como digo, realmente conmovedora y, sobre todo, Bruno, llena de verdad, llena de realidad. Estos chavales se interpretan a sí mismos con un pequeño guión, con una pequeña ayuda del director y de los, y de los ayudantes, despliegan todo un absoluto eh, coro de, de calidad humana, de problemas también. de Bueno, realmente, como digo, es meterse como en un documental, en una clase cualquiera de un instituto de la periferia de Francia. El, el instituto de la periferia de España y de cualquier otro país quizá no son tan multicolores, pero son realmente muy parecidos. Esta película es un homenaje a la enseñanza y a la verdad. Estos días, el confinamiento de estas seis semanas eh, ha mostrado, bueno, que los alumnos eh, tenían que seguir eh, como podían las clases, claro. pero que no se puede sustituir esa relación que existe entre los profesores y los alumnos. Eh, nunca eh, se ha demostrado tan claramente que eso no se puede sustituir. Igual que los abrazos eh, no pueden ser eh, virtuales, las clases eh, pueden ser virtuales, eh, pero no sirven igual. No, no, pueden ser virtuales un, un rato, claro, un rato. pero no sirve, pero, no. No, efectivamente. No hacen no personas, no. cubren tiempo. Efectivamente, no, no, no es lo mismo. La, la figura del profesor, de, de, eh, hay que situar al profesor en su, en su justa medida, es un señor que se pone delante de los alumnos de cualquier edad y de cualquier eh, situación y les transmite lo que sabe y sobre todo les transmite qué es lo que tienen que hacer para saber, qué es lo que tienen que hacer para aprender. Más que enseñar, el profesor debe enseñar a aprender a los alumnos, realmente esa es la función, eso una máquina no lo va a hacer jamás. Esta película que vamos a comentar a continuación, nos dio mucho que hablar, es una película que quita el hipo en alguna ocasión, pero que sí. presenta también una realidad. Una realidad a la que tuvo que enseñar y demostrar cómo era un profesor. La película se titula La Ola. Autocracia. ¿Qué significa? Control. Um, una ideología. Un Führer, hombre. La disciplina, señor Wenger. Llevo su clase más allá de la teoría. Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger. ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Vamos! ¡Un dos. Un ejército. Un uniforme. Desde ahora nos llamaremos La Ola. Un símbolo. Un nuevo régimen ha nacido. Una película que encoja el corazón, José Manuel, pero que nos Sin muestra cómo duda. la cabeza se puede ir en alguna ocasión. Claro, claro que sí. La cabeza y cerebro a la olla, ¿verdad? La hora es del año 2008, igual que la clase de la película de Cantel. Esta la dirigido un director alemán, Dennis Gansel, Y cuenta la historia de cómo un profesor también, este eh, Wenger, Reiner Wenger, pues eh, quiere llevar a cabo un experimento con sus alumnos, que es explicar pues, cómo funcionan los gobiernos totalitarios y además demostrar que, aunque a los alumnos les parezca absurdo e imposible al principio, es posible volver a vivir algo igual, ¿no? Bueno, los alumnos, eh, en principio, desconfían, están seguros de que el nazismo, el nacionalsocialismo, no va a volver a Alemania de ninguna manera, pero las explicaciones del profesor, que convierte su aula poco a poco en una especie también de sociedad secreta, de sociedad cerrada, pues les hace pensar que algunas de estas cosas que ellos creían que no podrían volver a suceder, puede que vuelvan a suceder y sobre todo les empiecen a suceder a ellos mismos. Yo creo que la película es estremecedora en muchos momentos, es un experimento eh, tremendo, quizá extremo, pero sobre todo demuestra... ...que lo que sucede en ese aula... ...entre ese profesor y sus alumnos... ...puede pasar también... ...y además pasa en una sociedad cualquiera... ...en el mundo moderno... ...no tenemos que mmm, bajar la guardia... ...en ningún momento... ...porque también en cualquier momento... ...algo como esto puede suceder... ...el totalitarismo... ...el nazismo, el fascismo... ...estas ideas totalitarias... ...están seguramente escondidas... ...en el corazón de tanta gente... ...que si se les da pie... ...rebrotan en cinco minutos... Solo hace falta una crisis... Eh, alguien que cubra eh, ciertas necesidades eh, mentales, y eh, no, no de otro tipo, eh, que diga, eh, apóyate a mí, y bueno, pues eh, ese es el impulso. No estoy pensando, eh, pero puedo hacerlo, eh, en lo sí, que está sí. pasando en el mundo, pero sí, sí, eh, sí, sí. es una de las consecuencias que hay que intentar evitar, que aparezcan personas que se aprovechen de la situación en efecto, de entre todo el aluvión de películas sobre la enseñanza, sobre profesores y alumnos que, que existen, he elegido precisamente esta del experimento de la clase del Instituto Alemán por lo que tiene de metáfora esperemos que fallida pero es que este peligro está latente ahí en cada rincón del mundo y fue una película absolutamente poética y maravillosa esta que comentamos a continuación La lengua de las mariposas no sé si ustedes se habrán dado cuenta Pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar. ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben? Si sí, la que primera la... película comentábamos es la importancia de la poesía, esta película es de poesía pura, La Asombrante. lengua de los mariposas. Una película del año 99 que dirigió José Luis Cuerda. Eh, quizá una de las mejores películas de José Luis Cuerda bueno, no, aparte de esas cosas tan divertidas que hacía con esos guiones extravagantes, las películas sobre la realidad de José Luis Cuerda son importantes y a mí esta me encanta ganaron el, el Goya eh, al mejor guión adaptado Eh, Goya que escribieron Rafael Azcona el propio José Luis Cuerda y Manuel Rivas que es el autor del relato de la novela original, la verdad es que La lengua de las mariposas tuvo 13 nominaciones a, lo, a los Goya y se llevó nada más que uno, yo creo que es pues, de esas cosas un poco injustas que suceden en los Goya pero bueno, 13 nominaciones también es un buen premio, ¿no? entre ellos estaba por ejemplo esta música que acabamos de escuchar música de Alejandro Amenábar Alejandro Amenábar y, y Ángel Illa Ramendi hicieron la, la, la banda sonora de La lengua de las mariposas cosas. Pues una película realmente yo digo que inolvidable. Fernando Fernán Gómez, en su mejor momento. Hay quien dice que Fernando Fernán Gómez, además de muchísimas cosas, era un actor en quizá lo menos valorado de todo, ¿no? Gran director, gran escritor, todo. Y, bueno, pues un, un personaje como este maestro, este don Gregorio del pueblo de Moncho, el niño que viene a la escuela después de haber estado enfermo y se encuentra con este maestro que le da un poco de miedo, porque es un señor mayor, porque tiene una voz tonante y porque realmente asusta un poco con su presencia, ¿no? ¿Qué qué está, qué amor se desprende del don Gregorio por sus alumnos, por la clase, por su enseñanza una película absolutamente conmovedora, todo está bien en ese pueblo, este maestro se dedica como acabamos de oír, a dar clase a sus alumnos con los instrumentos que tiene, historia natural pues en el campo, matemáticas pues con los cachanos que tienen encima de la mesa un auténtico maestro, un auténtico profesor pero llega la guerra civil y ahí la verdad es que la vida del pueblo, la vida de la escuela y la vida de Moncho cambiará para siempre la película termina con una parábola sobre la ingratitud y realmente este es, yo creo que uno de los temores que siempre está detrás de, del oficio de la enseñanza porque es un oficio en realidad ¿no? lo que hace el maestro, lo que hace el profesor dejándose el pellejo, dejándose la vida por sus alumnos, no siempre es recompensado bueno, la vida es así, así sucede pero también sucede muchas veces que cuántos alumnos, cuántos años después pues siguen sin olvidar Las enseñanzas de aquel maestro, de aquel profesor que tuvieron de pequeños o de jóvenes. Una película, la lengua de las mariposas, realmente para recordar. En muchas ocasiones eh, se piensan los profesores en el momento, ¿eh? Como esos enemigos, eh, como esas personas sí, que están sí. encima de uno, eh, que, no te, que te vigilan, que te controlan. Y sin embargo pasa el tiempo y se ve de otra forma, ¿eh? y se ve que, que sí. somos lo que somos eh, también gracias eh, a ellos estoy seguro, yo eh, te puedo decir que no he olvidado a, a mis profesores de, de, de, de pequeño a, a don Nicolás, a don Rafael esos maestros que tuve en la escuela después de don Enrique, en la academia en fin, mis maestros de toda la vida, mis profesores de toda la vida cómo los puedo olvidar, es imposible eh, fíjate, cada uno tiene su historia y... y... La historia de cada uno es particular y, y no se debe cambiar por otra. Pero yo recuerdo que en mi historia personal es un poquito parecida a esa de Club de los Poetas de Muertos. Yo mis primeros años los hice en una escuela de esa muy rígida en donde te enseñan el camino recto y luego llegas a la escuela pública y te dicen todo lo contrario. Y ahí es cuando empiezas a ser grande. Y cuando empiezas a descubrir lo que has aprendido, incluso incluso lo aprendes en las pirolas, porque ejecutas las acciones que has aprendido en la clase. Efectivamente, así es Bruno, si es que no cabe ninguna duda. La buena escuela es la que te enseña a ser hombre, es la que te enseña, como decía al principio, es la que te enseña a aprender, es la que te enseña a progresar, a crecer. Esa es la buena escuela y ese es el buen maestro. Y el buen cine también genera y sigue generando actualidad... Y buen cine José Manuel es el que empezó a hacerse, siempre se ha hecho, pero este fue bueno, más bueno todavía, el pues de sí. Nueva hola. Efectivamente Bruno, ya que estamos completamente nostálgicos hoy, por lo menos yo, hay que acordarse de que tal día como hoy, 9 de mayo, el que se acaba de, de terminar, en el año 60 se estrenó en el Festival de Cannes Abud de Sufler, al final de la escapada, la película de Jean-Louis Godard. ...que marcó el inicio de toda una época... ...de alguna forma fue el, el, el punto de partida... ...de eso que se ha llamado la Nouvelle Vague, ...la nueva ola que cambió la historia del cine... ...en Europa y por supuesto en el mundo... ...la verdad es que ya un año antes... Eh, Chabrol, Claude Chabrol, o todos los nombres míticos de esta, de esta nueva ola, había estrenado El bello Sergio y los primos, y Alain Resne, el gran Alain Resne, para mí, el patriarca absoluto del cine moderno, había estrenado Hiroshima Mon Amour, esa película que es todo un poema a la memoria, al recuerdo, una película que convierte el flashback en una mirada interior, algo que Alain Resne ha hecho mejor que nadie. Y en el 60... Efectivamente, llegó a Abus de Souffle, de Godard, llegó Los 400 Golpes, la película inolvidable de François Trifaut. Llegó Salsie en el metro de Luis Mal, otro de los directores inolvidables, incombustibles. Trifaut y Luis Mal, desgraciadamente, eh, con una carrera demasiado corta, ¿no? Pero, realmente, nombres insignes, ¿no? En el 61, el año pasado, en Marienbad, la película de Alain René yo la vi de, de, de, de crío, realmente, era pequeño no pero para mí cambió absolutamente la concepción del cine a partir de Marienbad, yo entendí que el cine no era solo una historia bien contada, unos eh, argumentos, no, no, también en el no argumento y en la no historia había una manera realmente brillante y maravillosa de hacer cine Trifo estrenó Jules et Jim, Jacques Rivet estrenó París, nos pertenece. Jacques Rivet, otra de los grandes nombres de la nueva ola. Un director que ha sido capaz de construir películas de cuatro horas y media y que además fuéramos al cine a verlas. Una, una auténtica maravilla, ¿no? Una mujer es una mujer, nuevamente de Godard. Godard hizo una película cada año en, en los siguientes cinco o seis, ¿no? En el 62 se estrenó Cleo de cinco a siete de Añez a la mujer, la gran dama de la nueva ola, la primera casi única mujer que había entre este grupo de, de cineastas maravillosos, también la rodilla de Clara de Eric Romé, el gran poeta de la palabra del cine francés los cuentos morales inauguraban Eh, su trayectoria con esta La Rodilla de Clara, una película absolutamente encantadora. Vivir su vida, de Jean-Louis Godard, nuevamente. En el 63, Louis Malle hizo otra película maravillosa, le fue folé, el fuego matuo. Y Godard, naturalmente, volvió a estrenar El Desprecio. En el 64, Godard hizo Banda parte, una película mmm, absolutamente iconoclasta, diferente a todo lo que se había hecho hasta ahora. Y Trifot estrenó La Piel Suave, una maravilla, una película, como todo el cine de Trifaut, encantador. Nadie ha yo creo, los sentimientos con tanta ternura y con tanto encanto como François Tenifo. Y para terminar en el 65, fíjate, solo en 5 años y el chorreón de títulos que acabo de volcar, todo obras maestras realmente Godard en el 65 estrenó Pierrot el loco, Pierrot le fue una película eh, anarquista una película rebelde, una película donde el color era un estallido y donde el argumento era una auténtica barbaridad, desde el principio hasta el final cuando Jean-Paul Belmondo se ata una fila de cartuchos, un, un cinturón de cartucho de dinamita alrededor de la cintura y se vuela con toda la película y con todos los espectadores Oye, eh, José Manuel, ¿te gusta la nueva ola? Me gusta un poco, Bruno. Me gusta un poco. Realmente es que, como te decía al principio, estos autores de repente despertaron, despertaron mi pasión por el cine. Si hoy estoy aquí hablando contigo de todo esto, es por estos señores. Cómo no me va a gustar y cómo no me van a emocionar. No? De repente entendí que el cine americano, el buen cine americano que veíamos de chavales, era estupendo. Que había películas españolas que nos divertían que nos parecían fantásticas. Que los italianos habían hecho un cine sensacional. Pero estos señores inventaron el cine, inventaron otro cine inventaron otra manera de hacer las películas cámara en mano, con libertad en blanco y negro, en color, como les diera la gana con elementos de la auténtica realidad eh, bueno, pues con trozos de cuadros que había por la calle, bueno lo que se les ocurría, ¿no? Dentro de eso unos argumentos realmente novedosos impactantes. La nueva ola del cine francés fue, Bruno, la nueva ola del cine Fíjate en estos últimos Oscar cuando se iban a entregar Eh, los eh, días antes eh, se habló mucho de una película que era 1919, lo recordar, sobre eh, la Primera Guerra Mundial o 1913, uh -huh. una película que decían, es que esto ahora película es un plano secuencia. Bueno, pues sí, sí, sí. esa fue muy importante, la nueva ola, los de plano secuencia. Y entonces el origen de esa película también está en este tipo de cine. Sin duda ninguna. El plano secuencia eh, y toda la forma de contar de una manera distinta eh, era fundamental. Godard fue el que acuñó esa frase que decía que la vida es como un plano secuencia. Uh -huh. Hasta que no se acaba el plano secuencia, no sabes cómo va a terminar realmente. Pues exactamente igual que la vida. Pues esa, esa comparación con la vida está absolutamente traspasando cada, cada fotograma de una de estas películas, como digo, en cinco o seis años, 10 o 12 o 14 obras maestras. Realmente una revolución. Eh, fíjate, con esa frase nos quedamos. Eh, la vida es un plano secuencia. Eh, cuando vemos algo negro, hay que pensar que después de lo negro Pues entre las nubes, puede estar el sol, puede estar la luz, no hay que quedarse en el ahora. Hay que pensar que el mañana, igual arregla el hoy, un, un poquito. Eh, tenemos que pensar eso, tenemos que pensar en esa frase de Godard. La vida es un plano secuencia, espera que acabe, espera el siguiente capítulo, que puede cambiar mucho las, eh, las cosas. Y José Manuel, el mundo del cine que se reactiva también se reactivará también, porque esas eh, pantallas que están apagadas algún día, cada vez pues sí. más cercano se van a otra vez encender. José en, Manuel, esa esperanza, en esa esperanza está Bruno, Bruno. José Manuel, mil gracias. A ti Bruno, un abrazo. La rosa de los vientos Inunda cero. Cuando pierda todas las partidas. Concurso, personaje oculto. La resolución al concurso, los últimos datos. a Silvio Casasola. Lo primero, dar las gracias a todos los oyentes que han participado muchísimo, tanto en correo como en Twitter. Y vamos a resolver. Bueno, los tres grupos británicos que hemos estado comentando durante toda la noche son auténticas leyendas del rock. Queen se formó en 1970 y a pesar de la muerte del gran y magnífico Freddie Mercury y la retirada de Deacon, el grupo sigue en activo y está considerado una gran influencia en el desarrollo del hard rock y el heavy metal. Lo de los Rolling Stones, pues es ya un caso de inmortalidad, llevan en activo desde 1962 y están considerados un grupo que ha sentado en las bases del rock contemporáneo. Pero esta noche nuestros protas son los Beatles. El grupo se separó definitivamente el 10 de abril de 1970, aunque estuvieron desde 1967, tras la muerte de su manager Brian Stein, con problemas hasta la, hasta la separación definitiva. Después, como sabemos, pues cada uno de los componentes com comenzó su carrera solitaria Y en la actualidad solo siguen vivos Ringo Starr, el batería y Paul McCartney, que estamos escuchando ahora mismo, como guitarrista y vocal. Bueno, pues este año es tan de aniversario. ¿Por qué? Porque su último álbum, el póstumo, el Let It Be, fue publicado el 8 de mayo de 1970. Hace exactamente 50 años, empezaron a grabarlo en enero, pero al final se publicó en mayo. Bueno, pues McCartney impulsó a los Beatles para que dejaran de regrabar una y otra vez y que apostaran por un sonido en vivo. Y a pesar de los primeros enfrentamientos, al final lograron sacar adelante las canciones y el colofón, que todos lo recordamos, lo consiguieron con el improvisado concierto en el tejado de los estudios de Apple en Sandville Row. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es César Luis Vicente Maurel de Zaragoza que nos ha escrito en el correo y que nos comenta que en un principio se llamaban los Quarrymen porque iban al Instituto Quarry empezó John Lennon con todo el jaleo luego se juntó con Paul McCartney Paul McCartney trajo a su amigo George Harrison luego vinieron dos más luego se fueron esos dos más luego vinieron otros dos más luego se fue otro y luego ya vino Ringo Stad y dijeron bueno ya estamos y por eso era lo de los guarros ¿no? <risa> <risa> los cuarri no los guarris es una broma los quarry. Claro. no y luego ya les hicieron su look así de tazón y bueno muchas más cosas y lo que comentábamos antes, que además ellos fueron pioneros porque empezaron a hacer sus propias canciones. Bueno, pues enhorabuena César, no te pido que envíes tu dirección porque ya la has mandado. Eres un chico listo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y atención, hemos leído en un periódico un artículo, un reportaje que se titula así Ouija, contactando con la muerte Y su autor es José Manuel García Bautista Repetimos el título, Ouija, contactando con la muerte Pues eso, su autor José Manuel García Bautista Está esta noche con nosotros José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal compañero? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal, ¿Qué tal está Sevilla? ¿Confinada? Sí, claro bueno, por, por poquito, ¿no? Ya, el lunes salís, ¿no? Sí, bueno, pero siempre con precaución, claro, con calma, porque te ves, te ves espectáculos que no, no son gratos. No, no se está tampoco, o no se puede decir que se esté respetando determinadas medidas y... Y hay que tener cuidado, hay que tener precaución. Desde luego que sí, hay que tener precaución en todos los sitios. El 51% del país a partir del lunes comienza la fase 1, que ojalá sea la primera de las fases para conseguir que todo esto se acabe ya. Contactando con la muerte, Ouija, José Manuel, ¿cómo comenzó esta investigación? Bueno, pues siempre fíjate, Bruno, que cuando te hablan de, de un tema de Ouija, te hablan de eh, presuntos fenómenos paranormales, eh, siempre te llega casi casi eh, eh, por personas que lo han vivido, que lo han padecido directamente. Y, y así es como comienza todo, una aventura en la que los testigos son directamente los que lo están padeciendo, la Ouija, ese mal llamado juego, ese tablero maldito que algunos Eh, también eh, lo han tildado, lo han llamado y que eh, en algunos casos pues hay personas a los que realmente les han jugado una mala pasada y de esa forma, como te comentaba pues una familia pues comienza a tener esa bueno, esa tremenda experiencia en la cual bueno, pues allá eh, ya pasado unos eh, un tiempo, unos años pues se eh, comienzan a tener una serie de experiencias donde, eh, fíjate, eh, no sabían bien por dónde comenzar. Un periodo en el que, eh, sin saber cómo ni por qué, eh, comenzaban a tener problemas en la casa, comenzaban a tener todo tipo de experiencias paranormales que creían que podía venir derivado precisamente de haber jugado con la Ouija. Una investigación en la que también tú fuiste a averiguar una serie de cosas sobre este entorno familiar en donde estaban pasando unas cosas y tú averiguaste, entre otras, y te contaron cómo el teléfono y otras cosas sonaban sin que aparentemente hubiera motivo para ello. Efectivamente. Preocupados por una serie de circunstancias que ocurrían, el teléfono, como tú bien comentabas, que sonaba sin causa aparente, ...preocupados ya por, eh, por qué es lo que estaba ocurriendo... ...incluso llegan a hablar con un vidente... ...con un vidente para que, bueno, dieran una, de alguna forma... Eh, ...lo que este señor eh, pudiera eh, ser de ayuda... Eh, ...dictaminó que allí en la casa había una presencia... ...y se trataba ya, y a, a la postre... ...de averiguar de a quién pertenecía... ...se le fina la cabeza... Bueno, pues eh, el cabeza de, de, a la cabeza un familiar un familiar fallecido, un accidente laboral precisamente y cuya muerte se iban a cumplir ya pues una década, ya casi nadie se acordaba de él pero a él precisamente es al que se le imputaba eh, el estar allí en aquella casa y mientras, pues todo tipo de fenómenos, ese teléfono que sonaba, luces que se apagaban, que se encendían Eh, extrañas pisadas, incluso llegan a ver una chica en concreto que es la que eh, más estaba padeciendo esos fenómenos llega incluso a eh, ver una extraña sombra que merodeaba por lo que es esta casa en pleno aljarafe sevillano y que desde luego eh, llegó a causarle un gran temor y no pocos problemas y no pocas causas psicológicas que lo quieras o no siempre le causó un gran pavor incluso quedarse solo en aquel, en aquella casa. Además es una zona en la que tú has conocido muchísimos casos en donde aparecen estas presencias invisibles casi todo el tiempo, pero en ocasiones se manifiestan como en esta. Sí, efectivamente, porque no son pocos los casos que se han dado en toda esta zona. Siempre hay que decir que, eh, bueno, eh, son puntos, sabes que eh, la zona de Andalucía, bueno, pues son muy dados a, a comentar eh, sucesos, sucesos de corte paranormal. Incluso, eh, bueno, pues eh, comienza una investigación en aquel mismo lugar, en el cual, eh, acompañados por eh, una serie de personas que estaban relacionados directamente con el caso y con el beneplácito siempre de... ...los propietarios de la casa obviamente como no puede ser de otra forma... ...pues tuvimos la oportunidad de apreciar eh, eh, pues todo lo que se estaba viviendo... ...sobre todo el clima, el clima de atención armados evidentemente con, con todo tipo de instrumentos... ...para grabar, para captar, yo reconozco Bruno que huyo mucho de la Ouija... ...porque no lo considero que aporte nada en una investigación... ...pero si sí es verdad que puede ser un desencadenante... ...yo prefiero inclinarme más por cámaras de vídeos... ...por grabadoras a captar el fenómeno al fin y al cabo... ...y, y sin embargo, bueno pues allí no eran pocos... ...los que eh, hablaban siempre... ...que cuando habían sucedido esos fenómenos... ...que eh, están descritos, esos pisados... En el, ...en el piso superior, en la planta superior... ...esas carreras, esas luces... ...esos arcos luminosos que captaban las cámaras... ...pues siempre venía justo cuando se jugaba o cuando se realizaba una partida de Ouija, eh, una sesión de Ouija, como ellos decían. Y de esa forma, bueno, pues eh, era muy curioso comprobar cómo incluso los aparatos eléctricos y los aparatos electrónicos que llevábamos, pues tenían y sufrían esas anomalías que desde luego eran, desde un punto de vista racional, científico, del todo punto inexplicable. ¿Y el grupo que pasa, que tenía costumbre de hacer esas sesiones de reuniones de Ouija? Por desgracia sí, te digo por desgracia porque no parece que sea la práctica más habitual ni más racional, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que llegan un momento en el que cuando eh dice que cuando no tienen nada o cuando no tenían nada que hacer, acostumbrados a este tipo de fenómenos y a este tipo de juegos, pues casi casi que buscaban la adrenalina de del miedo, del contactar, de ver que realmente el máster se desplazaba por él eh, por todo lo que era el tablero, por ese eh, fenómeno de comunicación que muchas veces ellos lo querían aducir a alguno de los participantes que estaba eh, moviéndolo de una forma consciente e inconsciente y eso bueno pues parecía que eh, colmaba sus expiraciones de, del misterio del terror del miedo pero desde luego sí tenían bastante práctica y sí eh, aunque acudían a esas sesiones con miedo que es lo peor pues estaban acostumbrados a realizarlas. Tú eres un investigador tenaz, perspicaz. ¿eh? Llegaste a averiguar si aquello que salía en la ouija, si lo que fuera que se manifestara, eh, ¿se podía verificar lo que decía? Bueno, es muy curioso, Bruno, porque muchas veces nos encontramos con este tipo de problemas, ¿verdad? Que una ouija puede darte un mensaje que aunque eh, científicamente es, dicen que es un movimiento ideomotriz involuntario, es decir... Alguien lo está provocando, pero eh, sin ser consciente de ello, eh, comienza una sesión delante nuestra en la que lo primero que dijo la Ouija es no fue un accidente, fue deleteándolo letra a letra esa supuesta entidad que habría y se habría identificado como el familiar fallecido. Pero claro, son muchas las preguntas, ¿no? Sobre todo a mí me surge una década después por qué, ¿no? Después eh, teníamos que la casa había una intensa actividad paranormal, eh, rozando muchas veces esa actividad poltergeist que sabe que provoca siempre la mente de. Alguien. ¿Era lo que pasaba? Pues básicamente, eh, cuando eh, ocurrían todos estos fenómenos, estaban siempre en presencia de una de las personas, de una de las chicas que eh, jugaba ese juego, ¿verdad? Y que era siempre estaba presente ella. ...y siempre era, eh, quizás, era un, un tener un, un trato... ...y había tenido un trato directo con el fallecido... ...y siempre surgía ese ánimo de querer contactar con él... ...por lo tanto, en muchas ocasiones... ...ella actuaba como una especie de canalizadora... ...como una especie de, de digamos, de atraer esa, esa entidad... Eh, ...ya esto es cuestión de creencias... Y a partir de ese momento era cuando se desarrollaban esos fenómenos. Lo cierto es que, Silvia, llegamos a hacer eh, sesiones en las que esa chica no estaba y nuevamente volvían a surgir mensajes en referencia al difunto y a que no fue un accidente de la forma en la que murió esa persona. Y después se comprobó que efectivamente eso era auténtico, el caso finalizó o se cortó por Rosano. No, después, evidentemente, quisimos analizar todos los que eran eh, el material que nos había dado. Yo incluso recurro a, a una persona de aquí de Sevilla que tenía un grupo de, de sobre todo, de, de misterio, de hablar, de charlas, de diálogos, de tertulia, muy dado, el grupo Maya, José María Gutiérrez, y yo recuerdo que nos reunimos, que empezamos a ver todos estos eh, datos, toda esta documentación que nos había dado, y la sorpresa es eh, Bruno que cuando, y Silvia que cuando tenemos todo el material reunido, incluso eh, yo, eh, por amistad personal con diferentes médicos aquí en Sevilla y además tenemos también la oportunidad de contrastarlo con ellos pues lo que se calificó al principio de un accidente pues pudo, mm, pudo haber algo más pudo haber una especie de negligencia laboral, una negligencia en el trabajo, que se pudo haber considerado algo más que un accidente y que oye pudiera ser que desde ese otro lado pues estuvieran reclamando esa justicia que en vida no tuvo y que diez años después pues parecía estar clamando y parecía estar reclamando a su propia familia vía Ouija, vía ese tablero que sirvió de sistema de contacto con el otro lado experiencias, casos e investigaciones que conocemos gracias a nuestro invitado sin el trabajo que efectuó José Manuel García Bautista, no se hubiera conocido este caso y no lo hubiéramos contado aquí, José Manuel mil gracias, cuídate mucho compañeros, un abrazo, gracias a vosotros sacar la voz despegar tan lejos como una águila veloz. respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos liberarse de todo el pudor tomar de las riendas no rendirse al opresor caminar herdo sin temor respirar y sacar la voz la cara ve Norma A. Acepta un dolor que te provicie un placer mayor. Y Norma B. Rechaza un placer que te conduzca a un dolor mayor. La búsqueda de una cosa u otra, si se, se hace, prescindiendo del de enfrente, es egoísmo.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 El mundo se enfrenta a un nuevo tiempo, a una nueva era. Tenemos que decidir si en el futuro caminamos por la senda del altruismo o del egoísmo. ¿Cómo sobrevivir a un mundo de egoístas? Es el título de un libro que nos habla sobre ese mundo, el del egoísmo de Manuel Fernández. nada, pero nada suma. En este charco, y con él estamos, Emanuel, eh, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, compañero, un placer volver a tu programa Sácame de dudas, Emanuel, eh, pongámonos en el caso de que hay dos personas que tienen sed eh, No tienen que beber, no hay que beber, pero encuentran una botella de agua ¿Quién es el egoísta? ¿El que la quiere toda para sí o el que la reparte y no hace más que recordar al otro después? de que se dio el agua y se ponen las medallas y dice que bueno soy. ¿Quién es egoísta o quién no es egoísta o quién es otra cosa? Bueno, deberíamos partir de la base de que todos somos egoístas. De hecho, es algo normal y nos sirve para... es un método natural para, para sobrevivir. Eh, otra cosa es cuando ese egoísmo en vez de, de ser un hecho puntual, se convierte en una pauta de comportamiento. Entonces sí que vamos a tener un problema, no solamente para nosotros, sino también para la, la sociedad y para los seres con los que vivimos. Con lo cual, en cierto modo, los dos eh, si sí repiten esa conducta, eh, no en ese caso, pero si sí la repiten en la vida una u otra, Pueden llegar a ser egoístas, ¿eh? a veces es egoísta también el que reparte el agua, pero que está recordándole al otro todo el día, oye, yo te di agua, me tienes que dar las gracias, ¿no? Es que hay una gran cantidad de, ¿cómo llamarlo?, de emociones oscuras dentro del, del egoísmo. De hecho, el egoísmo emana eh, de otra emoción que es el miedo. Entonces, eh, cuando se junta el miedo, eh, albergamos el miedo, va a dar a luz a toda una serie de, de hijos y de hijas A, a cada cual más pernicioso, por ejemplo, la tristeza, la malicia, el odio, la soberbia, la culpa. Y todos esta, estos sentimientos, estas emociones, a su vez, pues van a crear a egoístas, a desagradecidos, a interesados, a pedantes, a rencorosos, a chismosos, a avaros. Es decir, toda esa familia, que yo lo llamo en el, en el libro los hijos del lobo negro, a los cuales, los cuales se van a dedicar a devorarnos a nosotros, a, los, a las personas que intentamos por bueno hacer todo lo contrario, es decir, dejarnos llevar por otros sentimientos totalmente opuestos, como son el amor, la sabiduría, la compasión, la bondad, la alegría. Somos en realidad, eh, la, la, aunque todos somos egoístas, Cuando alguien se convierte en, en un hijo del lobo negro, eh, se convierte en, en un depredador para, para el resto de, de, del mundo, para el resto de su familia, para el resto de sus compatriotas. En la historia que estamos viviendo, que seguramente estamos empezando a escribir otro capítulo, pero al comienzo de todo esto del confinamiento, antes incluso de que se declarara el estado de alarma unos días antes, Tuvo mucha repercusión, una escena en los supermercados, en los supermercados de Madrid, pero fueron los de toda España, la escena del papel higiénico. La gente fue a comprar, a acumular cosas, pero sobre todo compraron papel higiénico. Papel higiénico, mucho papel higiénico, no dejaron para el resto, no dejaron para todas las personas que iban después. ¿Fue un poquito de egoísmo esa actitud? Fue un gran egoísmo. De hecho, yo te voy a confesarte que a mí me pilló en, en ese momento... Pre confinamiento donde, bueno, pues eh, íbamos al supermercado y en ocasiones veías eh, escenas dantescas. Yo recuerdo, bueno, también te digo, este libro salió en enero este libro yo tengo que volver a escribirlo sí. hoy tiene, el, el libro original tiene 160 páginas, si lo tuviera que escribir hoy tendría 320 o 500 incluso, no estoy... Bueno, <ríe> gracias a que lo publicaste entonces, durante este confinamiento me ha dado tiempo de leerlo o sea que, y lo he cogido. No, por, por, no descargo una segunda parte sí, porque realmente claro. estamos viendo aquí escenas grotescas y tengo que confesarte que yo vi a, en, en este supermercado, tu, vi escenas grantescas, vi a personas que se habían convertido en animales, vi personas con carros eh, si necesitaban que decirte un kilo de azúcar cogían cinco si necesitaban una docena de huevos cogían veinte y todo eso eh, incluido eh, que además se llevaban por delante a todos los que pues se cruzaban en su paso los convertía ya no en seres humanos sino en otra cosa una, en una especie de bestias y yo que me gusta mucho mirar a la gente, mirar el comportamiento de la gente hay un momento en el que eh, eché un paso atrás y dije yo no quiero esto, Yo no quiero esto para mí, yo no quiero convertirme en, una, en un animal salvaje, yo soy un ser humano. Un ser humano eh, no hace esas cosas. Entonces, hay veces que tienes que dar un paso atrás, dejar que las bestias se comporten como bestias y tú seguir comportándote como un ser humano. Eh, aunque nos dejan ese papel higiénico había una frase que leí en Twitter a propósito de porque todo ese comportamiento se debía a que había algo en el ambiente que se intuía lo que iba a pasar después, pero a mí me llegó al corazón una frase bueno, al corazón, a la cabeza sonreí mucho con una frase que dijo alguien me tiene que explicar a alguien qué es lo que pasa por la cabeza el ser humano que quiere tener perdón, eh, el culo limpio para el fin del mundo Es que al final, es lo que te comentaba, es que detrás del egoísmo siempre, siempre, siempre está el miedo. Mm. Está el miedo a, a perder lo que tenemos. Está el miedo a experimentar lo que no queremos. Está el miedo a, a conseguir, qué decirte a, a no saber afrontar las desavenencias de la vida. El miedo, ese miedo es el que nos obliga a, a ponernos una armadura. Eh, pensamos que el mundo entero es nuestro enemigo y que tenemos que defendernos. Esas personas pensarían pues que le iban a quitar el papel higiénico, sí, fíjate tú, qué dramón. Con lo cual acumulan, acumulan, acumulan por miedo. Entonces el germen de todo esto al final es el miedo. Y de todo tipo de egoísmo en este caso concreto, pero tú citas hay mucho y hablas hay mucho en el libro de la relación. Parece que es un proceso primero el miedo y una de las consecuencias eh, puede ser a tener miedo, puede ser el egoísmo. Sí, sí. yo Como te digo, creo que ese es el, el, el, la raíz de la cuestión. Si nos remontamos al miedo, a partir de ahí están todas las emociones eh, oscuras. Eh, date cuenta que eh, este miedo nosotros lo podemos tomar de, de dos formas. El miedo sano, el que te, te pone en alerta. Y después tienes el miedo corrosivo. Es igual que, por ejemplo, un, uh, el fuego. El fuego te puede servir para calentar el hogar, para hacer la comida, pero también para quemar bosques. En la medida en que tú sepas controlar ese miedo, podrás convertir el miedo en un arma eh, o, eh, todo lo contrario, en que ese miedo realmente sea el que te consuma a ti. Cuando a una persona se le pregunta algo, eh, yo tengo que estar en contacto con mucha gente durante toda la semana, y mucha gente eh, que dice, eh, responden siempre igual, yo ya lo sabía, yo ya lo conocía, hay mucho yo ya en este mundo, ¿no? Y hay gente que empieza todo lo que dice de esa forma, digo, no te estoy preguntando si tú lo sabías, eh, te estoy preguntando X eh, cosas, ¿no? Bueno, es que también estamos llenos de, de personas que, bueno, son un poquito pedantes, también hay que decirlo. ¿no? El, yo, ¿El yoísmo y el egoísmo es lo mismo? Eh, realmente el yoísmo es una forma moderna de llamar al egoísmo para que nadie nos tilde de que somos egoístas, uh -huh. con lo cual suena bastante mejor decir yoísta que decir egoístas, al final es lo mismo. Fíjate que el egoísmo y el egocentrismo al final parten de, del mismo punto, es decir, de creernos nosotros el centro del universo, y eso lo tienen todos los pequeños, los, los niños, Desde los cero hasta los cinco años, que es el momento en el que su cerebro todavía no está desarrollado, que tiene que madurar. A partir de los cinco años, unos lo hacen antes, otros lo hacen después, su cerebro ya madura. Y ese egocentrismo, ese egoísmo, a medida que se van relacionando con el resto de las personas de su entorno, pero también cuando van al colegio, empiezan a desarrollar lo que es la empatía, el sentimiento de grupo. Con lo cual, si hay una persona que tiene 30, 40 o 50 años y sigue siendo un egoísta o un egocéntrico, lo único que podemos eh, suponer es que su, dere su cerebro todavía no se ha desarrollado. Con lo cual, además de ser un cobarde, porque se está dejando llevar por el miedo, sigue siendo una persona muy, muy infantil. Dices una de las frases, eh, mil frases eh, que hay en tu libro, que ha apuntado una de ellas, eh, hablando de los egoístas, en que los egoístas eh, piensan que eh, ciertas eh, cosas, eh, pero que lo son solamente aquellas eh, personas, o que una forma de defendernos eh, de ellos es que eh, no les alimentemos. El ego se alimenta un poco. Si huimos de eso, hay menos ego. Sí, yo digo, eh, dentro de... Tengo que confesarte una cosa, el libro eh, originalmente se iba a llamar, yo le propuse a la editorial muchísimos nombres. El primer nombre era eh, «Cómo sobrevivir en un mundo de egoístas sin convertirte en uno de ellos». ¿Sí? El, ah. el, el, sin convertirte en uno de ellos quedaba demasiado largo. Después le propuse cómo, «Cómo sobrevivir en un mundo de egoístas, de pedantes, de no sé qué». Al final la, la editorial dijo «Mira, tenemos que, que concentrar un poco y yo creo que cómo sobrevivir en un mundo de egoístas se entiende ya». Pero en cada uno de los capítulos del libro, tú lo sabes bien, yo doy algunas pautas eh, no solamente para saber reconocer a, las, a los egoístas, sino también para saber defendernos de ellos. Y hay tres pautas que son para mí fundamentales. La primera que tenemos que, que tener en cuenta es que no podemos eh, convertirnos en víctimas suyas la segunda es que no podemos convertirnos tampoco en verdugos suyos, porque nos estaríamos poniendo al mismo nivel que ellos, entonces ¿cómo sobrevivir un mundo de egoístas sin convertirte en uno de ellos? No tendría sentido, nos estaríamos convirtiendo en unos egoístas igualmente y el, la tercera pauta es que tampoco tenemos que ser espectadores. Ante un acto egoísta tenemos que actuar de alguna forma. Y hay tres grados, yo comento en el libro que hay aquí tres grados de valentía. La más básica es la que cuando tú ves un acto egoísta en tu mente, dices, no, eso no está bien. La segunda, el segundo escalón un poquito más elevado, un poquito más valiente, es cuando utilizas la palabra. Te enfrentas a esa persona y dices, oiga, lo que usted, con total respeto y con toda educación, lo que usted está haciendo no está bien. Y la tercera es con por medio, mediante una acción cuando le paras el, el, los pies y dices, eso que estás haciendo no está bien y no te lo voy a permitir. Entonces, cualquiera de esas tres acciones son válidas. Lo que no podemos hacer es quedarnos indiferentes, porque de eso es de lo que se alimentan los egoístas, los pedantes, eh, de nuestra apatía, de nuestra inactividad. Tenemos que dar un paso al frente y, y plantarnos en una de esas tres formas. ¿Es fácil identificarlos? Porque todo el mundo tiene su entorno. ¿Cómo podemos decir, este es egoísta eh o, claro, que alguien puede ser egoísta en un aspecto eh, que nos puede afectar, en otros puede no serlo. Mira, sí, evidentemente, es lo que comentábamos, es que todos somos un poquito egoístas, lo que no tenemos que hacer es que convertir ese comportamiento puntual en una pauta, en un comportamiento cotidiano. Entonces, eh, yo recuerdo que, que conocí a una pareja y, y la chica, bromeando, Me dijo, es que todo lo que tiene mi marido, todo lo que es de mi marido es mío, pero lo mío también es mío. Claro, a mí me entró risa, la frase al final tiene risa, ¿no? Todo lo, lo suyo es mío y lo mío también es mío, pues tiene su gracia. El problema está eh, cuando te das cuenta de que lo está diciendo en serio. Sí. Ese es el gran problema. Entonces, hay algunos rasgos que tienen los egoístas que, que son muy patentes y que los puedes bueno adivinar. Ellos, por ejemplo, se creen que son modelos de virtud. Uh -huh. eh, ellos suelen criticar siempre además también algunos se suelen quejar por todo, no están contentos con nada, se suelen hacer las víctimas eh, son envidiosos suelen ser también celosos no quieren cambiar eso sobre todo no quieren cambiar eh, yo digo en el principio del libro hay un cuentecito donde hay un, un maestro y un alumno que están corriendo por el desierto y el, el alumno le dice al maestro ¿pero por qué corremos señores y el maestro dice porque estamos huyendo de un egoísta Y el alumno dice, pero si usted es capaz de, de darle la vista a los ciegos, de, re, de resucitar a los muertos y, y a los sordos los hace oír, pues, ¿por qué estamos oyendo de un egoísta? Ellos también son enfermos. Entonces el maestro se para, mira al discípulo y dice, sí, el problema es que el sordo quiere oír, el ciego quiere ver, el muerto quiere vivir, pero el egoísta no quiere sanar. Como no sabe que está enfermo, no quiere sanar. Así que más vale que corramos antes de que nos pillen. ¿Qué eh, te puedo decir más? Sí, sí, lo, lo has dicho todo, lo has dicho todo. Oye, ¿crees que en alguna ocasión eh, se puede confundir o se confunde al egoísta con el fuerte en el sentido del que tiene personalidad, eh, del que tiene, eh, bueno, pues eh, que tiene las ideas claras? No, porque de hecho son... El egoísta es todo lo contrario. El egoísta es muy inseguro y lo que está haciendo es ponerse una fachada de, de, de autocomplacencia, pero no es así. El, la persona que es realmente fuerte y que es realmente tiene una personalidad eh, estable no tiene por qué ser egoísta, sino todo lo contrario. Es, y además suele ser también justo en, en unos cánones, en unos valores éticos, que también está eh, como el ser humano... Hayamos, yo también lo comento en el libro, eh, cómo hayamos hecho, estructurado nuestra escala de valores, eh, esa pirámide en la que todos eh, nos fundamentamos. Por ejemplo, hay personas que dicen que para ellos lo, lo más importante es el amor, después está su familia, después está el trabajo. El problema es cuando nosotros no somos coherentes con lo que decimos y después con lo que hacemos. Si nuestra escala de valores estamos diciendo que para nosotros lo primero es la, eh, el amor, Y la familia, pero en cuanto que nos surge la oportunidad, nos damos de copas con los amigos, o estamos todo el día trabajando, no estamos siendo coherentes con esa escala de valores. Y esa escala de valores, cuando no somos coherentes con ella, no nos vale. Es una escala de valores, una lista impuesta, impuesta quizás por la sociedad. Y es cuando vienen los fracasos, tanto en el matrimonio como en las relaciones sociales. Nos, una persona fuerte y coherente no tiene por qué ser egoísta, todo lo contrario. ¿Y el egoísmo y la envidia se confunden? ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? Bueno, date cuenta que, que Caín hace muchísimos años, por envidia y por egoísmo, se cargó a la cuarta parte de la población del planeta. Uh -huh. Estaban cuatro, estaban Adán, Eva, Caín y Abel, se cargó a la cuarta parte. O sea que, imagínate, eh, suelen ir muy vinculados, son, van muy de la mano, porque la envidia piensa por el ojo, es el deseo. Tú quieres lo que el otro tiene y también es, eh, la envidia tiene también dos diferentes. y esa, esa envidia supuestamente sana que te hace mejorar, bienvenida sea. Eh, la pega está en cuando esa envidia te impide que te alegres por el, el logro de otra persona y lo que, te quiere, lo que quieres es eh, dañarla. Entonces tienes un problema. Eh, ahí es cuando se confunde, se vincula con, con el egoísmo, evidentemente. Eh, yo tenía un suelo, suelo visitar a muchos maestros a lo largo del mundo, eh, no solamente espirituales también me gustan mucho las artes marciales, y hay un maestro increíble, es Dan Inosanto, Santo, eh, él es eh, alumno directo de Bruce Lee, de hecho sale en la película eh, Juego con la muerte, es el primer eh, rival que, al que se enfrenta Bruce Lee, y él en un momento dado eh, Yo le hice una pregunta y él me dijo, Manuel, el árbol más grande, más alto del bosque, no es el que tala a todos los demás, sino el que se esfuerce y trabaja por crecer el mismo. Fíjate, y, qué, qué y, buena y, frase. Claro, exactamente, es que eso es lo que hace un maestro, te hace ver eh, realmente y, dónde y, está. Y cuánto de Bruce Lee eh, tiene esa frase. Sí, porque es que, bueno, realmente hablar de Dan, Inos, de Dan Inosanto es increíble, si tú lo, lo puedes ver ver moverse, yo estaba viendo a Bruce Lee de hecho para mí cada vez que lo veo eh, estoy viendo a, a Bruce Lee, se mueve igual, si Bruce Lee tuviese, estuviese vivo, pues sería igual que Dan Inosanto Me, es, es una imagen muy evocadora verlo además tiene una presencia como la que tenía Bruce Hay una, eh, el arte marcial que eh, desarrolló Bruce Lee uno de los artes marciales sus eh, fundamentos eh, como maestro de artes marciales, era utilizar la fuerza del otro para poder hacer un movimiento. Eh, eso es lo contrario al egoísmo, porque es el que alguien te ayude para poder hacer algo, es lo que estaba transmitiendo. El Jitkundo, claro. claro. Es, que, es que nosotros estamos en una sociedad bastante extraña, estamos en una sociedad donde pensamos que el individualismo es el, lo que se lleva, es lo que está de moda y además le damos preeminencia a eso, cuando realmente eso no es cierto nosotros no podemos esperar ahora, ahora que solamente una persona eh, vaya a dar con la solución al problema que estamos teniendo con la vacuna del coronavirus. Hay miles de personas que están trabajando en su conjunto por todos nosotros para que podamos salir de todo esto. Miles de personas trabajando en conjunto, no solamente una. Es, eh, quizás estamos viviendo una época en la que debemos de volver a cambiar el paradigma. Y de esa individualidad malentendida volvamos a ser una colectividad, a ser un grupo, un grupo de personas todos trabajando en la misma dirección y en el mismo rumbo. Darwin se equivocaba. Las especies más fuertes no son las que han sobrevivido, son las que mejor se adaptan al medio. Y esas que mejor se adaptan al medio son las que han aprendido a colaborar entre ellas. Del amor al odio se dice que hay tan solo un paso, pero del egoísmo al odio tampoco hay muchos, ¿no? Claro, es que son de la misma familia. Es que el odio es el rechazo, incluso violento, de una persona con incluso con la, la intención de hacerle daño. Entonces sí, por supuesto, yo quiero con, contarte, si nos da tiempo, una pequeña anécdota claro. que viví en, yo estuve viviendo en Chipre al lado de, de un maestro espiritual muy importante. Y allí el último día que estuve con él, eh, bueno, nosotros por la mañana meditábamos y después allí nadie pagaba nada. Pero si es verdad que tenías un oficio dentro de, de, de la sala de meditación del complejo y a mí me tocó la cocina. Entonces, eh, la noche antes de irme yo había discutido con un chico por una tontería, pero me había puesto muy, muy nervioso. No pude dormir y nada más eh, despertar, nada más que salió el sol, eh, yo salí de la sala de meditación donde dormíamos y me, puse, me fui a la cocina. A, a, Bueno, a preparar el desayuno para todos y el cocinero, que también era un gran maestro espiritual, nada más verme me dice, Manuel, saca saca la basura y yo le digo, Mehmet si no hay basura, si acabamos de empezar no hay nada que tirar, y dice, no, no no no me estoy refiriendo a la basura del cubo me estoy refiriendo a la basura que llevas en la cabeza porque has, me has venido muy mal, entonces yo le expliqué lo que me había pasado digo es que me he llenado de ira esta noche porque me ha pasado esto, tal, y me dice pues, hazlo bien digo, como que haga bien el que dice, hazlo bien, ya que vas a odiar, odia bien, odia por la mañana, odia a mediodía, odia, por la noche, odia, odia, odia todo el rato, te vas a dar cuenta que ese odio eh, lo que va a hacer es que te va a agriar el carácter, es que te va a volver más tenso, es que te va a hacer de ti, te va, te va a convertir en un monstruo, y todo eso que tú estás haciendo por ese chico que te ha molestado, Sin embargo, a ese chico no le va a pasar absolutamente nada, no lo va a sentir. El perjudicado vas a ser tú. Uh -huh. Sin embargo, puedes hacer todo lo contrario. También me dijo, puedes dejar que eso pase, seguir siendo quien eres, seguir eh, viendo cómo tu cuerpo se relaja durante la meditación, cómo tu mente se va expandiendo y cómo cada vez te vas haciendo mejor persona. Y eso tampoco le va a afectar a él. Todo te va a afectar a él, entonces a, a ti. Entonces, todo lo que hagas, tanto de bueno como de malo, Eh, el, el, el directamente involucrado en todo eso, el, el, la persona que más va a beneficiar o perjudicar siempre vas a ser tú. Entonces realmente si quieres ser egoísta eh, sé una persona, porque es la única forma que tienes de ser feliz. Eh, aprender un poquito de, de las cosas. Una de las frases una de las cosas que dices en el libro y que bueno, que se puede decir reutilizar para hablar del egoísmo es el apagar la luz en del otro para brillar yo, apagamos la luz en del otro, entonces nos hemos quitado el que nos creemos que nos oscurecía. Eh, ese focalizar las culpas en quien no es culpable. sí al final lo que estamos haciendo es echarle Un, ...una sábana encima del espejo... ...porque nosotros, lo que estamos viendo nosotros... ...es el, el, nuestro propio reflejo... ...lo que estamos viendo, lo que yo vi cuando... ...en el supermercado, ese, ese señor estaba... ...haciendo esa burrada... Eh, ...con ese carro, llenándole y tal... Estaba viendo el reflejo de, de, de la avaricia que todos tenemos, que yo también tengo. Y es justamente el que yo pueda verlo y que pueda rechazarlo lo que me va a impedir a mí eh, repetir ese comportamiento. Entonces todos estamos aprendiendo de todos en todo momento. Precisamente en estos en días, eh, Manuel... Eh... ¿Tú crees que el mundo, la gente, ha sido tan importante? Nos ha afectado absolutamente a todos, aquí y en cualquier sitio del mundo. ¿Vamos a salir más altruistas o más egoístas? Yo creo que nosotros estamos haciendo esto eh, no por nosotros, sino por las personas eh, que tienen un factor de riesgo. Mi madre tiene, ha pasado un cáncer hace poco. Yo no salgo a la calle, no por mí, yo tengo 40 años. A lo mejor a mí el coronavirus me afectaría poco. Yo lo hago por ella, porque se lo puedo pegar lo hago por las personas mayores por todas esas personas que tienen eh, algún riesgo. Yo estoy haciendo todo este esfuerzo, todo España, todo el mundo estamos haciendo este esfuerzo porque amamos a esas personas y queremos que sigan con nosotros, que no se nos olvide por qué estamos haciendo esto. Lo estamos haciendo por ellas, porque ellas son el legado de nuestra sabiduría, nuestros mayores son nuestra sabiduría, es lo que eh, son parte de nosotros. ¿Cómo puede alguien eh, decir que todo esto no está mereciendo la pena o que estamos haciendo un esfuerzo? No, no, no, lo estamos haciendo... Por ellos eso significa que nos hemos unido como población como nación incluso como planeta en una labor común que todos estamos haciendo sacrificios increíbles solamente por amor bruno por amor puro y duro con todo lo que nos está costando estar confinados en casa con las personas que están teniendo que ir a, a los uh, centros sanitarios a trabajar solamente Por amor. ¿Me estás diciendo que es el dinero el que mueve el mundo, que es el odio el que mueve el mundo? Eso es mentira. Es el amor el que mueve el mundo. Y justamente en estos momentos la, la prueba es lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando y que por supuesto lo vamos a superar. Y que si realmente podemos salir reforzados de, de toda esta crisis no solamente lo va a agradecer el planeta, también los seres que vivimos encima del planeta lo vamos a agradecer. Pero también, ojalá se quede eso y ojalá esa lectura sea la importante. Pero yo también, eh, Manuel, veo mucho cabreo en la gente, eh, cabreo en cualquier país eh, con su gobierno, sea el que sea, haya hecho lo que haya hecho, siempre, siempre, siempre... Eh, protestamos más, parece que como tenemos más de tiempo de protestar y más de tiempo de poner tweets, pues sale ese lobo negro que todos tenemos dentro. Sí, pero eso es inevitable. Dentro de ese confinamiento impuesto que, hemos, que estamos teniendo, pues a veces se nos olvida que lo estamos haciendo por amor, y cuando se nos olvida el amor, eh, inmediatamente viene el sentimiento contrario, que es el odio, el rencor, la duda si caemos en eso, estamos cayendo en el imperio del lobo, del lobo negro, esto viene de lo de, estamos hablando del lobo negro, del lobo blanco, sí, esto sí, es, sí. viene de aquella fábula Cherokee que decía que todos tenemos dos lobos en nuestro interior uno blanco y uno negro, el blanco representa la luz, el amor, la bondad, el negro todo lo contrario, y al final de la fábula es, el, el alumno le pregunta al, al chamán quién de los dos va a ganar si lo tenemos dentro y el chamán le dice, pues a quien tú alimentes en el momento en el que nosotros se nos olvida alimentar al lobo blanco es el, el lobo negro quien quien va a devorarlo todo y así estamos estamos tenemos una una lucha en nosotros dentro de nosotros están los Jedi y los Sith está el bien el mal están los eh, los caballeros de de, de los, los orcos de Mordor y están los caballeros de Arago Vamos a alimentar, por lo tanto, a ese lubo blanco. Hemos escrito el primer episodio. El confinamiento falta mucho, pero esto que falta va a ser blanco. Y eso es lo que deseamos y lo que queremos. Manuel, mil gracias. Mil gracias a ti, compañero. Un placer y por favor, por favor, por favor, cuidaros mucho. La hora sonó, la hora sonó. ...señales del fin del mundo. Que casi se nos va el tiempo, pero las señales del fin del mundo... ...como siempre aquí con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Señales del fin del mundo que en esta ocasión nos llevan a la vida vanina... ...la pesca también está siendo perjudicada. No tenemos que dejarnos creer en los espejismos. Están cambiando algunas cositas... Poquito a poquito, pero es un reflejo, pero sin embargo no es el todo. En efecto, eh, estos últimos días, eh, bueno, estos últimos días, esto desde que de, estamos confinados, el medio ambiente del planeta ha cambiado para bien, por, porque los humanos estamos enterraditos sin sin sí, fastidiar al, al, al planeta todo lo que acostumbramos normalmente ay, ay. Y, y el planeta pues bueno ha, ha respondido inmediatamente, ¿no? Pero bueno, hay cosas que siguen estando ahí y sobre todo lo que dicen los expertos que de aquí en... Porque no, no va a ocurrir en cuanto esto, esto pase, no va a ocurrir nada positivo para, para el medio ambiente, porque en poco tiempo vamos a volver a la situación en la que se, estábamos eh, perjudicando al planeta. ¿no? Y, y esto es parece lo que pasa, lo que ocurre en una zona muy crítica, muy importante, que es el, el Pacífico y es el, el Pacífico Norte ¿no? el, el, eh, eh, a finales del mes pasado. Ha, se ha publicado un, un, un estudio en una revista científica, en Science Reports, que ha sido realizada por investigadores de la Universidad de Columbia Británica y de la Universidad de Berna, sobre lo que se conoce como el Hot Blob que es la, la gran mancha de agua caliente que existe eh, periódicamente y que se conoce desde el año 2013 en esta zona del, del Pacífico ¿no? que desde, desde Alaska hasta la Baja California se llama Hot Block para porque recuerda es un poco la película esta de ciencia ficción y de terror que dio lugar a, a unas cuantas séculas que se llamaba The Blob, exactamente entonces en el mundo anglosajona este tipo de, de manchas que ...que suceden en los océanos... ...se conoce como, como... hot blob... ...que sería... ...es una mancha de agua, de agua... ...de agua caliente... ...¿no?... ...y lo que ocurre es que es una gran... Mmm, ...superficie... ...una gran ola de, de... ...de calor marino... ...que se localiza frente a la costa noroeste... ...de, de Norteamérica... Y que eh, hay una uh, sufre una gran alteración de temperaturas a, l, habituales en esta en estas aguas es una mancha que a veces se retira de la zona y, y ocurre también en otros eh, lugares también de los de los océanos pero aquí es especialmente eh, patente y además es la que se, se ha estudiado ahora más intensamente porque ya se había realizado algunos estudios pero eran eran no eran muy completos eh, habían subestimado eh, el impacto del El cambio climático eh, y, y se habían centrado en los cambios en, en las condiciones medias de esta zona del Pacífico y ahora este estudio ha sido más eh, más profundo y sobre todo ha combinado los últimos enfoques de modelos climáticos eh, oceánicos y, y cómo afectan a, a, a los peces ¿no? y evidentemente el impacto en la vida marina y en la pesca fue intenso y, y es intenso eh, sobre todo en, eh, en la primera vez que ocurrió en este año 2013 cuando se, se percibió este fenómeno ¿no? el, el, el impacto en la pesca fue muy intenso y además duró duró varios años lo, lo que ocurre que bueno pues eso que es un una las poblaciones de peces a lo largo de, la, de esta costa desde canadá entre eh, de canadá eh, afecta a canadá fundamentalmente y los Estados Unidos pues eh, lo que ocurre es que la población de peces se ve muy afectada y se ve tan tan afectada Que se nos ha quedado mudo Sí, sí, sí Le han pescado a Javier Javier. Perdón, perdón, que le he dado al botón donde, que no debía, no sé dónde me queda bueno, digo, pues se es está que... comiendo una langosta claro. sí, sí. vamos, de salmón rojo, pues mira es la población de salmón rojo es la que han, han, han estudiado que se va a ver afectado en un 10% para, para los próximos años y además hay que a esto hay que sumarle otro 10% debido al efecto del cambio climático con lo cual este, este tipo de, de pescaderías eh, en esta zona va a estar muy afectado, no sólo a la cantidad de peces, sino que estas manchas lo que hacen es que eh, los bancos de peces hace que eh, se alejen de estas aguas calientes y entonces eh, eh, los que eh, eh, se vayan a otros lugares eh, que no son los habituales donde se pescan eh, este tipo de, de, de peces, entonces aunque vayan los pescadores allí no los van a encontrar o si los encuentran los encuentran en mucha menos cantidad con lo cual el, el perjuicio para la, la pesca y la biomasa marina en estas zonas de, de, de hot blob pues son es muy intensa y afecta muchísimo eh, sobre todo a la, a, a, fundamentalmente a los pescadores que viven de ello ¿no? y, y, y en concreto y en general a toda la biomasa que, que reside de la biomasa marina que reside en, en, en, en esta zona la solución pues eso, la solución es la de decir. siempre los investigadores dicen que es la de siempre eh, eh, la acción humana eh, no hay otra que desaparezcamos humana, nosotros Claro, la, que, que a lo mejor debemos estar más tiempo confinado. Yo estoy pensando últimamente en, en, en Estamos todos estos confitados días, ya. Claro, que, que a lo mejor Oye, tenemos yo... que hacer esto de vez en cuando, ¿sabes? Pero cada, es cada, X X X año, eso, cada X años X ¿No años recluir a la especie humana eso es. y dejar a la naturaleza seguir su avance. Sí, que... eh, eso sí, pero pero igual de esta forma tan drástica igual no, ¿eh? Todos car todos cartujos. Sí, sí, sí. Un, un, un mesecito Oye, al año Javier, a reproducirse. Y dejar Raro. el mundo tranquilo Javier Sevillano el año pasado por estas fechas ¿qué hacíamos? Estábamos hablando de la Feria de San Isidro. Bueno, pues algunas cosas cambian, eh Bueno, no creas, los toros van al matadero igual sí. ¿eh? Bueno, sí, evidentemente, creo, evidentemente Evidentemente, porque no tienen salida En las ferias taurinas sí. De una forma u otra, acaban en un sitio bueno. Javier, Sebiano mañana, mañana, ma ma mañana una noticia más positiva <risa> Venga, mañana, mañana vuelve la Rosa Osvetos A partir de las doce y media de la madrugada